Yo decía, pues, ¿dónde está mi... de ese lado? ¿Eh? Señoras, señores, muy buenos días. Este es el Show del Mandil. Gracias por acompañarnos esta mañanita. Mi queridísimo Buruja, Ay, casi eh. se acaba el, el, el mes ya, ¿eh? Sí. Casi ya. se acaba ya el mes. Gusto de saludarlos ya junio. Sí, eh, ya estamos eh, avanzando, eh, pues, prácticamente el final de... De este mes de junio, y se viene la celebración ya de este cuatro de, de julio, ¿No? De, está, de... está medio fallando tu fallando, tu micrófono. Amigo. Así es, ser los espíritus que eh. te trajiste de donde fuiste. <risa> de ambos De Amwen. así es, señoras, señores, gusto en saludarlos a todos y cada uno de ustedes. El teléfono que tenemos en cabina, por favor. Es el ocho cuatro cuatro dos setenta y cuatro cuarenta y seis treinta ocho cuatro cuatro dos setenta y cuatro cuarenta y seis treinta. Así es, y bueno amanecer fresco, súper fresco, mucho, muy nublado, desde ayer todo el día estuvo muy nublado, ¿Eh? Sí, y nada. Nada que ver con los climas por allá de Nevada, allá este, en las madrugadas eh, todavía se mantienen las temperaturas a los 85, 90, e inclusive altas. 100 grados. Sí. Eran las tres de la madrugada y todavía se sentían aproximadamente 100 grados. Bien repapaloteado el asunto. Aire caliente. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en su investigación antes de comenzar aquí a saludar a nuestro auditorio esta mañana? Pues eh, muy bien, eh, sorprendido porque nos eh, habían comentado eh, que una de las iglesias que, que ingresamos, que es eh, la, la iglesia que en su momento, eh, pues atendiera al, al pueblo de 2000 personas, eh, pues ahí el, el sacerdote fue eh, sepultado, porque él dijo que wow. ahí vivía, ahí estaba la mayor parte de, del tiempo. Entonces dijo, yo quiero. Y son personas que llaman, adultas, adultas, ¿no? De mucha edad. Pues en realidad Solamente viven cuatro personas, que son los encargados, que son dos de día y dos de noche, eh, y de ahí ya, no hay nadie más, nadie, nadie más vive en ese no. lugar, nadie, nadie, nadie. Pero después de que fue una ciudad, ciudad. Sí, eh, era, la, su población eran dos mil personas. ¿Como ¿Oh, siempre? Do, do, eh, dos personas y fue fundada en 1856 uh. mil, pero fueron los 1800 por ahí más o menos, eh, y dejó de funcionar. Eh, después de la segunda eh, de la, después de la segunda guerra mundial, solamente quedó la pura gasolinera eh, vendiendo puras sodas y cafés y cositas así por decirlo, nada más. Y se acabó. Y se acabó. Y, se acabó. y desde ese entonces está eh, abandonado ese pueblo. Así Pero muy es. bien en lo que cabe. Siempre cuántas mujeres fueron y cuántos hombres fueron, incluyendo. Eh, tres, y tres, tres y tres, tres y tres. Y tres y Les tocó de a una, bien. Ay, ay, ay, no, no, no, pues es normal. Ay, es normal, ay, es normal. Ay, <risa> dentro de nueve meses. ¿Y cómo se llama la ciudad donde fueron? Amboy. Eh, ah, pues ya dentro de nueve mes nace qué. Ay, ay, ay. Sí. <risa> Muy buenos días, vamos a saludar a nuestro auditorio esta mañana. Muy buenos días, compañero, ¿Con quién hablamos? ¿Qué pasó, Michilacas? ¿Cómo estás, mi carnal? Buenos días, buen saludarte, mi chilaquil. ¿Cómo estás, hermano? ¿Ya cuánto tiempo llevaba en la línea el chilaquil? Ya tenía como quince minutos, minutos, ah bien, no, no mucho, no mucho. Para las dos horas que aguanta los demás, o sea, pues ahí la lleva muy bien. ¿Cómo estamos, mi querísimo Chilacas? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Todo tranquilito? ¿Estuvo bien? Este sábado es día festivo, cuatro de julio, cuatro de julio, día de los cohetes. A mucha gente le van a dar el viernes. Ah, sí. El viernes qué es bueno, el, el día merecido. Que les da. Merecido, qué bueno. Y hay que bañar los perros para meterlos, eh? Hay que meterlos a la casa porque si no se mueren del corazón, hey. les da un paro cardíaco, así es, no, yo lo veo con mi perro burbuja porque se, se, se, se, se ¿cómo se llama? Se dejó brincar por el screen, lo rompió de la fuerza. Sí, y, y, es que y luego, no, no, no, una onda bien gruesa. Es, es un martirio para todos ellos y ha sido todo el mes de junio, porque la verdad, desde que inició junio, se dejaron escuchar los cohetes. cohetes. Y el día del padre parecía 4 de julio, la verdad, en Cierto. algunas áreas. Ay, que mi querido la... Chilacas, ¿cómo estás, carnalito? ¿Qué dices? ¿Cómo tal cómo te fue de fin de semana? Bien, bien, mi querido Madrid, no, pues ahí, cerrado en la casa, como siempre. Pues si no tengo que salir, ¿para qué salgo? Eso sí, eso sí. Ahí está, mira el reflejo del, del no salga de su casa. Eh, mira, mira lo que lo que ya pasó. Ya comenzó el señor gobernador a cerrar los bares nuevamente en siete condados aquí en Los Ángeles. Imagínate nada más en California, perdón, en California. O sea, esto no las vamos, corre que no las Vamos a ver peor, mi querido Mandriel, Y ¿Sí? fíjate que ahorita después de que, digo, yo sé que va a pasar ahorita rato de que Como lo habías anunciado el viernes de que te de paso tienes un anuncio para el martes que de tu último día, a lo mejor te quedas con la duda de lo que vaya a pasar, pero lo voy a poner en redes sociales para que el luego te lo platique. El no sé si te comenté que aquí en el trabajo donde estoy salieron ya cuatro positivos con el coronavirus, pero, cuatro personas. Pero, pero, pero pero directos, o sea, sí, sí, sí es, no es un síntoma nada más, sino sí son. El, No, sí, pues ya no están ahorita. Eh, son dos del jale, un electricista, ah, no, perdón, es un plomero, un carpintero, y uh, ¿cómo se llama? Y del otro, enfrente donde estamos en el jale, son uh, dos más, eh, creo que son de los raiboleros. Entonces, pues sí, ya estamos ahorita con esto de que pues uno se tiene que ir a hacer el, el test y hacerse la prueba. Yo, yo la tengo programada para el 3 de este mes, Eh, hacerme el test, porque sí, no te voy a mentir. Ahorita traigo como, como que de repente ya llevo días, como con poquita temperatura. No me quiero paniquear ni nada de esto. Eh, también está que. Pero, pues, pero, da, pero, pero, oye, el, Chila, oye el, el, Chilaca, Chilacas, una sí. preguntita. Pero, ¿sí si es neta lo que te está pasando o es este por, eh, eh, ¿cómo se llama? Extender tu. tu incapacidad que te dieron, digo vea conocemos a la gente cuando es huevona, es mañoso Entonces, <risa> exactamente, mira, oh, mira no, no, no, vale. no oye Dios castiga papá eh, Dios castiga no no no, no te lo digo porque te la has rifado no, en esta vida no, Craven, no. con eso no juego, no no no no lo verás o sea si traigo incluso me he comprado me compré una un botecito de hábil de 200 este pastillas y casi me las estoy tomando todos los días porque de repente siento la garganta así, luego el cuerpo un poco estrechado, y, y poquita temperatura, no mucho, pero digo, no les quiero decir aquí en el trabajo porque, pues, me van a mandar otra vez a mi casa. Ok. <ríe> no. Pues no. no. Entonces sí, pues yo creo que esperemos nada más sea los cambios de temperatura, porque eso ha tenido que ver bastante. Ah, hace calor, hace frío, y donde estoy yo Estoy en el calor y luego me entra el frío ¿no? y empiezo con la garganta otra vez a que se me irrita. Okay. Esto medio delicadito. No, ah, no, no. no la no. neta. <risa> <risa> Ay, es frágil Así el es. muchacho. Frágil Así el es. muchacho. De ya casi bueno, de... pero oye, no, pero, no pero. ahorita, ahorita ya se te acabó la incapacidad que tenías. Es por eso que te vimos con tu cepillo barriendo la banqueta. Sí. No, no, no. Todavía no se acaba. Todavía tengo que regresar a este. a que ¿Cómo se llama? a que me sigan revisando el, el brazo no pues sí la verdad sí me duele no eh, pero estamos viendo si vamos a seguir extendiendo sí, no, la verdad. y este no no no bendecido eh bendecido nosotros, con esa suerte no, no. Y, no y los y los gabachos que le creen eh okay, hey. qué voy a decir Sí, dice, no o sé sea, es que, oh, es un nombre bien conflictivo, ¿Eh? oh, sí, él, no. no, oh, ni hay que meterse con él porque, capaz que le decimos algo y organizan hey. los latinos una manifestación, no, no. Hey, imagínate ¿Qué? que me vaya, eh, vaya por el chilaquiles. ¿Eh? <risa> hoy los cosas y que. que agarrar, entonces entonces que aquí está toda la protesta. Hoy no, hoy no, hoy no, hoy Órale, bueno, pues. para que lleguen unos cincuenta órale pues mi querido chilacas, que tengas excelente semana eh. te mandamos un abrazo carnalito ahí estamos en contacto vamos, mira nada más que curvilíneas carajo, ching, vamos a otra línea vamos, en Ríos, Jonathan, ¿cómo estás? buenos días, buen saludarte <risa> Muy buenos días, muy buen, ¿qué tal? ¿Qué onda? Ya y tan temprano tiras, no puede ser, sea, no puede niño. ser tan temprano que usted ya ande jalando en este momento. Sí. ¿Hacia dónde se dirige esta mañana, carajo? Mira. Sus llamadas, usted siempre entran en la última hora del show. <risa> pues mira, gracias a Dios, acabo de cerrar un trato para un nuevo proyecto aquí en Huntington Beach. Uh -huh. Y Emocionado, la verdad, emocionado porque así como me bendice Dios, así puedo bendecir familias y otras personas con trabajo ahorita que está escaso el trabajo acá. Bien, muy bien, muy buena opción, muy buena opción. Y mira, dígame. Ah, quiero, quiero, no sé si felicitarte o, o dijiste unas palabras, no a no al mandril sino a Ricardo Sánchez, Ajá. por lo que dijiste la semana, la semana pasada, de que pues a lo mejor mañana es su último día por el momento. Sí, correcto. Y mira, a, a, a veces me identifico contigo porque tú sabes que te he seguido por años, En, en, en todo tu trabajo y he conocido a todas las personas con las que han laborado contigo y pues tú sabes, como todo mientras les das de comer, mientras les das trabajo y todo te tienen en un pedestal, hablan bien de ti todo, después cuando se acaban los proyectos o no llega uno a acuerdo con esas personas hablan de ti hasta de lo peor, hasta de que el gas que te tiraste la otra vez, ¿me, me entiendes? sí claro y la verdad, bien o mal tú siempre das das a conocer a esas personas, no a nivel ciudad, a nivel nacional, nivel mundial, mi buen, porque toda la gente te escucha, fans te escuchan en Estados Unidos, en Europa, en México, en muchos lugares, y pues ellos se dan a conocer por medio de ti. Y la verdad, digo, a veces es injusto que, que la gente, por otras terceras personas, nos cataloguen mal, cuando saben que hacemos bien para ellos en su momento. Bien. La verdad. Y eso, eso te lo ha mirado a ti mucho. a Ricardo Sánchez, la verdad. Muchas la gracias, verdad, bueno. Y muchas, te auguro mucho éxito. Y mira. Vive. Y tú, la verdad, aparte de aparte del viejillo que usa sombrero en la radio, tú eres uno de los locutores que a pesar de su ausencia llega a cualquier radio y hace valer su palabra. ¿Por qué? Porque tiene sus fans, tiene sus clientes que lo siguen y arriba lo raten, mi buen. La verdad. Y han, han habido locutores en esta cadena donde estás, que regresan y no levanta nada, y tú eres un claro ejemplo de que sí lo puede y eso va para el, para el pato para que lo escuche, para que se ponga pilas ahí con, con el show. Muchas gracias, Ríos te agradezco mucho, ¿eh? Un abrazo gracias, buena semana, muy buena semana, vamos a tener la telefónica esta mañana, señoras, señores, buenos días esto es Viva 103.1 Cumbias y más buenos días, ¿con quién hablamos esta mañana? buenos días, ¿Ya? Miguel, ¿cómo estás? Gusto saludarte Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, Miguel. Tres de la mañana sigo esperando. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días, gusto saludarle. ¿Cómo está? Bien, bien, es mi primera vez que hablo con ustedes. Y bueno, bueno lo llevo chido. escuchando, pero mira. Qué la semana pasada bueno. está mi, mi llamada y hasta apenas la tomaron. ¿Eh? <risa> alguien buena, me Miguel. dijo, alguien me dijo en un restaurante el sábado. ¿Eh? Me dice, le voy a ahorcar al Burbuja. Me tuvo una hora ahí. Una mujer, okay. que es enfermera, por cierto. Okay. Así es, una mujer que pierde mucho dinero en el casino. No, me dijo... Eh, eh, eh. Ajá. Y luego también, también marqué, marqué a Tatiana, y no solamente me mandó un beso y me colgó. ¡Oh, te cago! <risa> te digo. ¡Ay, ay, ay! Me hiciste reír. ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué andas haciendo, Miguel? ¿De dónde nos llamas esta mañana? Bien, bien, aquí, aquí de, de, de, de Los Ángeles, este... Uh, ¿A qué te dedicas, pues, Miguel? Quiero pedirles un favor. A ver, dinos, dinos, dinos. Ah, yo este, trabajo en una lonchera, trabajo en una lonchera, ya desde la... Cinco de la mañana andamos al cien Eso, no, pues muy tarde ya, ¿eh? Muy tarde, sí, porque es para que desde las tres estuvieran ya ahorita echándole no, no te Oye, y ahí en esa lonchera no, lo en, esa, en, en esa lonchera hacen semitas y de todo Sí, de todo, de todo semitas, tostadas, camarón todo, todo, Shh, todo, todo Nada, no, no, casi Dime, hermano, ¿qué nos ibas a comentar? No, les quiero pedir un favor, es que la semana la semana pasada, hace 15 días este falleció Miguel Martínez, ¿no? El de Sonido Samurai. Entonces les quería yo pedir un favor, si no me pedían poner una canción este de él precisamente para que pues, se den un poco de la casa que era él. Bien, a ver cuál quieres. Una hola. ¿Cuál, la, ¿Cuál de la cuál serías, se vamos? llama uh, El final de nuestra historia se llama. El eh, final de nuestra historia. Él, Burbuja, que... el final de nuestra historia, prepárala, por favor, para dedicársela aquí un a Miguel. Pedacito, no, no, no, no importa, todo un pedacito es, es más que no, suficiente No, no, no, no, ¿Qué pasó, hermano? Que es como si a ti yo te pidiera una torta de milanesa, no más échale un pedacito, Neil. échale toda, toda, toda sí, <risa> ¿no? va, doble, doble. Y doble, doble oye ¿Y en dónde está, en dónde paras tu lonchero, oye? ¿En dónde se paran ustedes? ¿Dónde es donde venden? Estamos sobre la Washington Ah, ya no recuerdo en qué otra calle Pero estamos sobre la Washington Uy, nomás No sabe qué calle ¿Eh? la Washington Está re grandísima la Washington Suéltale su rola, Mira, eh, la burbuja Mira, le vamos a poner un pedacito Pero eh, con, eh, con el buen eh, sonido Samuel Pero que se escuche su voz Para que la banda que igual a lo mejor no lo conoce Que es muy raro el que no conozca su, su trayectoria Entonces, pues vamos a disfrutar esa rolita, ¿no? Órale, pues ahí está completita Ahí la tienes, carnal, Miguel Gracias no, por no, no llamar Las los, los, los, los son bien largotas pues, La es? doble Pero un ratito sí se las dejamos Órale, pues ya está. Pepito Urbina, Vamos te mandamos a ver con saluditos. Por este tema, para la banda sabrosa de San Agustín: sonideros al grito de guerra. Vamos a bailar mis grandes amigos, el grupo Quintana. El final de nuestra historia. la cumbia! ¡El increíble sonido samurái! ¡Y Para el famoso, para el famoso Luis, y el amor dulce, yes, ¡Oh! un éxito para Roger Vick del sonido Azteca, para Benicio del Rey de recta, Medina, para la ventura! vamos a la Oye, nada más que unión, Los sonideros al grito de sí, Don G, preferencias a Maluka. Vamos, Vamos a, a, a mandarle a... saludos a Víctor, Víctor Cheverría. Cuentas sin el lujo de, Witcher regresa a Babaschis, la gomber ruchi minorejas, cuna, el chaparrito rojo y blanco limole, el toallero ciruflita y Tuki, Malenchuki, Madrid no da. Y para el más. En chicles, y los niños sin amor. Para Tania. Presa de el más Ahí, está, de ahí está, ahí está. Ahí está complacido. Mi queridísimo carnal Mario se llamaba, ¿no? ¿Se sí. Llama? Y un pedacito, porque acuérdense que las rolas sonideras son sí, eh, comúnmente muy largas. Duran 10 minutos. Hay una versión de esta canción que dura aproximadamente 17 minutos. Oye, esa está buena para desayunar, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, mil disculpas, un pedacito, pero. Ahí disfrutamos del sonido Samurái. Así es, le mandamos saluditos a Víctor Cheverría, que ya está despierto y dice, ¡Apa, cancioncita! Bien. Y la tenemos en programación, es ¿Sí? un éxito. Sí, sí, sí, sí. Pero gracias a eh, donde quiera que se encuentre eh, Miguel Martínez de Sonido Samurái, en paz descanse. En paz descanse. Oye, es eh, bien chavo que se escucha, ¿no? Ay, oye, hay Muchísima gente en las redes sociales que se ha estado anunciando que se ha muerto, Burbuja. ¿Quién? O sea, mucha gente. Ah, no, claro. Ay, pero claro, claro. nunca había visto de veras tantos muertos y muertos y muertos y que, y que moños negros y que... Y que, que, hoy oh, no, no, ayer eh, oía, hay una señora que hizo famoso algo del sote, del jamón sote. Sí. La, la, y, y también ayer se murió del coronavirus. Increíble. Más adelante tendremos al abogado Alex Calves, de Migración Público Querido, para que se ponga usted trucha en escuchar esos grandes mensajes que le han servido a muchísima gente. Voy a regresar con, para atender a las demás llamadas que tenemos: Elizabeth, Ernesto, Anita, Wilers, Wilers, Guille, Apadicio, Arroyo. Regreso, el teléfono de cabina, vuelvo, así está amable. Es el 844. dos setenta y cuatro cuarenta y seis treinta ocho cuatro cuatro dos setenta y cuatro cuarenta y seis treinta. Lisbeth dice, por favor, saluda al Burbuja se le ve su cutis muy limpiecito. Ay, pues, ¿cómo ay, no? Ay, ay, ay, Fue ay, ay, a ay, sus ay, ay. experimentos el fin de semana <risas> y recuerden ay, que ay, dentro ay. de nueve meses con regresamos, buenos días. El hijo número doce. Show del Madrid en viva 103.1 en las calles de la ciudad de Los Ángeles y piden a la población que si ustedes de casualidad ven que alguien está tronando cohetes, inmediatamente los denuncien que porque eso es un completo delito. Oye, yo, yo había pensado, yo no me había tocado verla hace semana y media. ninguna traila de las que ponen para vender cohetes de los que son este autorizados sí sí sí y de momento sabes ah, que se deja caer un montón de cajas donde quiera donde siempre están por lo regular sí ya empezamos a ver algunos cuantos eh, puestos que ya comenzaron a vender los eh, fuegos artificiales eh, digo muy tarde por cierto pero igual es que eh, a pesar de que están en algunas en algunos eh, condados En algunas ciudades y condados los eh, prohibido Pues el uso de, de, de eh, Juegos pirotécnicos, pues ya se ha dejado Ver desde principio de mes Y no, no digas tú que es uno Parece que se queman una caja vez por día Aunque no es el, la, a lo mejor la misma persona Pero se escucha que están ah, duro, no, y, duro, no, y, duro, y cuetones, sí, y ¿eh? Cue ayer estaba Pero la banda pesada Con unos cuetones, vamos a las líneas telefónicas Esta mañana, gracias por estarnos Acompañando, como siempre, así es Buenos días, ¿quién habla esta mañana? ¿Qué pasó, mi niño? El pelón, ¿verdad? Es el pelón, esa, DMD, eh, sí, DMD, ese soplido DMD. es del pelón, de nadie más, de más que del pelón. ¿Qué pasó, mi niño? ¿Cómo estás? Buenos días, gusto saludarte, mi pelón. Pachuca padre, ¿no? Pues a gracias, todo bien, ¿qué tal ustedes qué, qué onda? Aquí estamos explotando, sí, el cuerpecito, sí, bueno. explotando el corpecito, mi niño, explotando el corpecillo, el burbuja regresó con bien, afortunadamente, gracias a Dios, de su experimento que fue, fue, ¿cómo le llaman? Hay una investigación, una investigación, una investigación en donde ya veremos o... en nueve meses, ya veremos en, nueve meses. en nueve meses a ver cómo se va a ir, cómo eh. se va a ir, usted dígalo. No digo, ya veremos en nueve meses a ver si, si, si, si, si, si dejó cargada. cargado. Eh, eh, eh. No, no, no, no, no. Mira, yo me voy a yo no yo no necesito esperar los nueve meses. Yo en mes y medio que ya no vea esas personitas en en sus a en ver, sus textos. No, a ver, en ver qué horas son. Ah, no, tan cáscara, ya no pasa nada ahí ya. No, ya no. Ah, no, ya no, ya no pega ahí, chicle. No. No, ya no. No dice que ya se les pegó la matriz, dice, pero que no funciona. Ah, ya no, ya, ya no. no. Ya no, pero De todas maneras, de que hubo Taquito, mi niño. No, no, no. Mi niño, no, por favor, no, no. le está. Un la gitano, neta, no. No, un no, gitano, no, gitano no, no. No, leyendo. No, un no, no, un no, no, gitano no, no. leyéndole la mano a otro no, gitano. No, no, no. ¿Qué pasó, por favor? La neta, no. Ay, mi niño hermoso. Pregúntale bien, al mandril, no. mi niño, por favor. Haya estado bien, pero no, no, no, no. Oh, pues claro que no, bueno, bueno, bueno, pues solamente, ah, además, solamente, eh, además, solamente además, esa habitación ¿vale? se, se queda con ese secreto. Ay, ay, ay. ¿Cómo dices, pelón? Si es un buen inicio de semana, mi rey. Pues y no, mente. no sé qué vaya a pasar con, con usted, verdad, pero pues todo lo que tenga, todo lo que tenga planeado. Así es mi niño, así es Que está salga pasando. bien, que le vaya como, como primero Dios. Dice, que le vaya como uno que quiere que le que bueno, le vaya, entonces gracias. Pues lo esperamos de regreso. No sé si me puede entrar mañana mi llamada, porque ya ves que ese tour y abarca todo, pero pues, sí. Si entra, pues ya te saludo y ya si no, pues que les vaya todo a dar y los esperamos de regreso, gracias. mi rey. Gracias, gracias no, no, mi pelado. Porque me vas a llorar, mi rey. No, no, no, Oye. no, gracias. ¿Qué pasó, Gerard? Oye, también deja, deja cargarte carrilla porque, este, pues tú nos cargas también un bueno nosotros. No, yo jamás, eh, sí, jamás cerrando. La hermano. Rola que pusiste ahorita del, del, del sonido, sonido, sonido samurai estuvo a todo dar, mi rey. Hasta que empezaste a hablar, padre. Oh, sí, cierto. Sí, cierto. Pero ¿sabes qué te es te lo que pasa? No, es que, ya Oye. sé, ya sé. No, ya sé, hermano, ya sé. Pero ¿sabes qué pasó? Que estaba recibiendo unos textos y que decían, por piedad. ay, ay yeah. Oye, ¿qué vas a hacer? Si me lo hubiera pedido el pelón, lo vuelvo a hacer, carajo. Vámonos, Recio Boruca, con otra llamada telefónica esta mañana. Venga. Muy buenos días. Saludamos a todos los rateros que andan en patineta y en bicicleta viendo por la orilla de la banqueta que está mal puesto en los carros. Buenos días, ¿Quién habla? Pasamos de... Pula, pula, pula, pula, pula pula. pula, pula, pula. ¿Cómo estás, mi querido Turi? ¿Sí? Pula. ¿Sí? Pula. Estás, mi querido Turi? ¿Sí? Buenos días, carnalito. ¿Qué onda? ¿Qué andamos nomás, haciendo? Eh, no nomás quiero el plomerillo que no somos 10, días el dos días, dos días y medio. <risa> ay, sí, ay, al, plomer sí, al plomerillo. ¿sabe, ¿sabe, somos de plomerillo, <aquí>. Eh, que, mandrín, ¿Qué como pasó, como mi niño? Aquí, mira, carnalito, bendito Dios eh, Aquí, este, echando ya, explotando el cuerpecillo Saludando a toda la banda Y, pues, mira, esperando al abogado Alex Galvez Ahí viene ya, Ahí viene ya con eh, esa extensa Variedad de mensajes para toda la banda En referencia con lo de migración Mi queridísimo Turi, ¿qué tal el fin de semana? Tu chavito, ¿cómo está, mi niño? ¿Bien? No, todo bien, carnal todo estamos bien A a ver, mejorando Y... Y a ver si sale la verdad que le puse al santo... salto teléfono, para que no se vayan Órale, a ver ya, si está. ya se refleja el depósito, el mayor motivo ahí van sí. con ratito. Exactamente ¿Qué? estamos esperando eso, estábamos hablando eso, el, ni nos dijimos buenos días por ya ¿Eh? te apareció ¿Eh? no, todavía no, nos dicen que va a ser cheque ahora, ¿Verdad? Sí, porque suele suceder en este tipo de empresas lo que sea cheque o depósito, bienvenido y claro. bien ganado, papá, ¿Eh? Ey, y bien ganado. Te mandamos saluditos Vituri, un saludale vamos con la cobardía en la línea número dos, vamos con Con el eh, con, ah, perdón, sorry, sorry, el señor Ernesto Ramos. Señor Ernesto Ramos, ¿cómo está usted? Buenos días, voy no, a saludarle. A a ver, a ver, a ver. No, no, no, Nos desilusionó usted. A usted, usted, usted era nuestro héroe para haber enfrentado al, al, al, al dragón. Era el único que podíamos. Usted tenía la espada mágica de Harry Potter para haber tronado al, al dragón. Y, ¿Qué pasó? Se nos tartamudeó, mi, mi Néstor. No, sí, pero es que el azúcar, acuérdate ¿Cómo? Te digo, Ah, no no, no, no, no No, sí, no, sí, sí. primero está el azúcar no. Eso que ni qué no, ¿Cómo están no, viendo esto? Se nos altera Oye, luego y luego con la con la señal este, cachirula que tienes ¡Hora, güey! Eh, <risa> ¡Cabrón! Que, que iba, iba yo a Tijuana el, el viernes temprano Y quería escucharlos sin más para ni entrar Y nada de nada Yo me perdí todo el show Estuve el fin de semana en, en Tijuana porque tuve que llevar a mi esposa a un mandado, así es que uh -huh. y yo tuve, me tuve que sacrificar en, en irme a un a un retiro espiritual de pura corona y este y de todo oh. tipo de, de cervezas. Ya ah. no más, querido. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo viste Tijuana? Todavía está bueno. Hasta ahora, público querido, para la gente que no sabe, hoy entra en fase naranja eh, la República Mexicana, Boruja. Órale. Hoy entra en fase naranja, no no en verde, en verde es como ya lo que se estaba empezando a ver en Los Ángeles, que otra vez empieza a ponerse medio naranja el asunto con el cierre de los bares del día de ayer. Así es, hoy este, en México en la República ya pasó a anaranjado, o sea, de lo rojo a anaranjado. Pero tú, ¿cómo viste la acción, mi querido Ernesto? observador, eh, sabes una cosa, la, la mayoría de gente, bueno de diez personas se cuidan cuatro, te digo para nomás okay. más así globalizar, uh -huh. te digo es uh, un descuido y y más aparte este parece que les molesta las máscaras, parece que, que este que hay que hay que acostumbrarse a vivir por un tiempo con las máscaras porque es necesario y la gente no tiene cuidado, ya ves este ahora que van a cerrar tantos o cerraron ya tantos uh, nightclubs La gente se desboca y más aparte cuando ando tomada, tampoco si no hay control. Lo bueno que este, eh, que yo trato de controlarme porque no tenemos como tres personas alrededor o cuatro máximo, pero con su distancia, ya ves, a veces se, se abraza uno o lo que sea, pero no, no, este, conmigo, este, yo me cuido bastante porque no quiero infectar a mi esposa y a, a, y a vecinos y a mi familia, te digo que mi mujer tiene muchos nietos y bisnietos, así es que, este, eh, hay que tener un poquito, mientras pueda, tengo conciencia de, de cuidarme, te digo, y por eso, yo me perdí, ¿qué me perdí el viernes? ¿Qué, qué, qué, qué noticia o qué? Nada, te todo digo, bien, hasta ahorita. Todo, todo, todo perfectamente, Ajá. todo, de todo pero de manera bien, normal, sí. mi quísimo Ernesto, este, pero qué bueno que disfrutaste de Tijuana, de sus taquitos de asada, me imagino, de la birria, de por allá, Así es. Oh. es, es increíble. Mira, es tan increíble. Nunca se me va a olvidar que cuando llegué a Estados Unidos hace ya un buen rato, este, me acuerdo, bruja, que en la ciudad de Wilmington, California, ahorita Ernesto viene a colación, que había un señor que vendía carnitas, oh. hacía carnitas en, en su patio de atrás de su casa, ponía el caso estilo Michoacán, el señor en bermuda, en, en chancletas, y a veces se quitaba la camisa porque hacía calor y y la andaba medio en andaba medio encueradas de cuenta pero tenían un sabor sus carnitas sí. que la gente empezaba a las once de la mañana ya no tenía nada ni sus rapas ni sus rapas en las carnitas y, y, y te daba la salsa aparte un comentario madrid un comentario Madrid un minuto Este, yo cuando voy a Tijuana me relajo tanto y duermo más eh, allá como que si yo fuera al pueblo de mi padre Que está para el lado de Jalisco, para el norte de Jalisco Comí, eh, el cuñado hizo buches Te digo, hace carnitas el cuñado ya se retiró Pero para, el, para momentos especiales de reunión de familiar Hizo buches, hicieron pan al horno Te digo, este, fue algo algo este, es regresar a nuestra niñez te digo y, y recordar el sabor esa, esa esa textura en la boca de lo natural de lo bueno te digo las limas te ah. digo no no No, eso, Agüita, algo, de digo, eso, Agüita de no, Lima Agüita de Lima Oye, no, no, oye, no, pero pero, de, que, y, y regresando al comentario Después de mi interrupción que tuviste tuya eh, Resulta de que las está. carnitas sí. Se acababan todas, o sea de, El señor con, sin camisa ¿No te acuerdas? Sí, sí, sí. Eh, y luego lo volvimos a visitar Y luego alguien le calentó la cabeza y le dice, Oiga, si está teniendo tanto éxito Porque nada más vendía sábados y domingos Si usted, eh, ah no miento, primero los sábados Y luego, oiga, haga el domingo, que mire que mucha gente que está trabajando los los okay casa hace los domingos. No, hombre, se le acababan las carnitas, Ernesto. Riquísimas. Ándale, que le calentaron la cabeza. No, mire, que ponga un local y que usted le va muy bien. Rentó un local ahí por la Pacific, en Wilmington. No, hermano, ni las moscas se le paraban al hombre. Ni, ah, no, y allí andaba bien cambiadito, pantalón blanco, bota de Ramón Ayala. y ¿verdad? No, ni nada, no se le paraban ni las moscas, se le quedaban las carnitas. No, y, y, y este... Y regresó nuevamente a, a su casa, y es como, nuevamente tuvo el éxito, digo, me refiero a esto, claro. eh, ahorita que, que muchas de las veces este come uno más en lo populacho, y te saben hasta más ricas las cosas, claro. que en lugares acá poco más formal. ¿no? Ah, mira, a ver, ¿cuándo te, ha, ¿cuándo te ha sabido igual el hot dos que te preparas en tu casa al que te venden en la calle? No, no, no, la verdad jamás que no. No. le puede, puedes comprar el, el, el bote el bote el bote de la macorny hey. puedes comprar la salchicha la mejor el tocino puedes comprar picar el, el o sea, todo, no. todo todo todo y no te sabe no sé por qué fregado no te sabe igual Y en la calle te sabe tan rico. Sí, es cierto, sí, sí. Pero tan, tan, tan, tan. No, no, no, no. Riquísimo. Te mandamos un saludo, Ernesto Ramos. Voy con Carlos Maciel, que ya está en la línea telefónica y se pelea por entrar al aire. Sí, sí, Así sí, es. Sí. Carlos Maciel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué nos dices? ¿Qué adelanto sí, no, nos tienes? Días, días. Muy bien, Carlos Maciel. Adelante, por favor. Bueno, vamos con la información deportiva. y este cambios en la Liga MX que anunciaron el fin de semana. Equipos que cambian de sede y me refiero al Atlante que regresa a la Ciudad de México y vuelve el fútbol a Morelia. Sí va a haber equipo de fútbol allá en Morelia, Michoacán, pero no va a ser de primera división. Los cambios en la Liga MX aprobados por Enrique Bonilla, el presidente de esta liga, son los cafetaleros de Tapachula, los que eran cafetaleros, ahora se van a jugar a Cancún, se van a llamar Cancún FC en esta nueva liga de expansión que será la segunda división. Atlante regresa a la Ciudad de México, va a jugar en el Estadio Azul, por lo que volverá a ser Estadio Azulgrana. De hecho, el Atlante la mayor parte de su historia la formó, la forjó jugando en la Ciudad de México, en el Estadio Azul, en el Estadio Azteca. Entonces el Atlante regresa ya a donde de donde nació, a donde es. Zacatepec desapareció y ahora será el Club Atlético Morelia. Para toda esa gente de Michoacán sí van a tener fútbol, pero no de primera división, van a estar en segunda. al menos tres años, esperando subir para el 2023 a la primera división, al máximo circuito, así para que no estén tan tristes. Esos son los cambios de la Liga MX, siguen, eh, digamos, cambiando de sede, como se si cambiaran de calcetas, ¿no?, de ropa interior, así, eh, no importa el arraigo, desarraigo que puede existir con algún equipo, con la afición, así están las cosas. Por el atlante me da gusto porque es un equipo... histórico, que ya insisto en este tema, pertenece a la Ciudad de México, es que había ido a Cancún, eh, había sido campeón, pero se perdió en el camino, incluso cuando eh, descendió, no había podido regresar a la primera división. Y cambiando, bueno, siguiendo con este tema de de la Liga MX, Cruz Azul presentó ocho casos nuevos positivos de coronavirus. Así, el Ay. Cruz Azul es el equipo que más casos de coronavirus tiene, y dos de ellos son futbolistas están involucradas también en el fútbol femenil y esto es tan grave porque el viernes empieza ya el mini torneo que les he venido comentando la copa por México y el sábado Cruz Azul va a jugar contra Puma. No se sabe si la máquina tiene que renunciar al torneo, qué salado está Cruz Azul, que iba en primer lugar. Cuando empezó la pandemia, se canceló el torneo y ahora que va a empezar un eh, minicertamen. Este torneo de preparación, el 24, inicia ya el torneo, la apertura 2020, que ahora se va a llamar Guardianes. Y Cruz Azul tiene más casos de COVID-19 que ningún equipo en el fútbol mexicano. Qué tan mal está el equipo de Cruz Azul. Y de hecho, el futbolista de Chivas, Uriel Antuna, reconoce. pues que hay miedo por contagiarse, que él tiene temor de contagiarse en la Liga de México. Vamos a escuchar a los futbolistas de Chivas, Uriel Antún, hablando de este temor que existe para él. Claro, de cierta manera va a haber temor, porque muchos de nosotros tenemos familias, tenemos hijos, tenemos hermanos, papás, que frecuentamos mucho, entonces eh, pues va a haber gente que no sabemos si se cuida, si no se cuida, si salió o no salió, mucha gente, muchos futbolistas, muchos entrenadores, claro que se están cuidando, y bueno, al final de cuentas no vas a saber de dónde te vas a contagiar, no vas a tener la medida exacta el miedo siempre va a estar, así sea si sales a la ferita de tu casa y saludas a tu vecino, tú nunca sabes dónde te contagias entonces el miedo siempre va a estar pero es a lo que se expone el jugador también, una de las malas noticias de, de esto y al final de cuentas es algo que se va a tener que vivir el día al día entonces el riesgo, el riesgo siempre va a estar ¿Tiene miedo Uriel Antuna de contagiarse? y este también Chivas va a estar en este torneo la Copa por México que arranca el viernes y por eso el temor de este futbolista de Guadalajara y un compañero de equipo de él, la Chofis López rompió la cuarentena por segunda ocasión se le vio en un evento social entonces no se están cuidando los jugadores de Chivas Uriel Antuna sí, porque ya lo dijo pues tiene familia, quiere cuidar también la familia de los demás pero no todos están pensando como él y a este jugador de Chivas cuando llegó que por cierto pertenecía al Galaxy de, de Los Ángeles estaba A préstamo, pero su carta era del Manchester City en Inglaterra, lo compraron por 11 millones de dólares, le llovieron muchas críticas porque es muy joven, pero para lo que costó, decían, este futbolista no está rindiendo. Vamos a escuchar a Uriel Antuna hablando precisamente de esto, de las críticas que recibió. Desde que me presentaron la propuesta de venir a Chivas, yo siempre eh, me hice la idea de que, era un, de que es un equipo grande. El peso que es llegar, quien sea, también lo comenté. Cualquiera que hubiera llegado, si sea yo, fuera Pocho, lamentablemente lo que le pasó, cualquier otro jugador le, hubiera, le hubieran cargado el peso, no simplemente porque fui yo. Entonces yo pienso que sí si fue difícil, fue difícil que no estaba adaptado a la, a la liga, estaba en otro tipo de, de fútbol, por diferentes circunstancias fue difícil. pero bueno, yo siempre, como lo he comentado muchas veces, siempre he trabajado al máximo y siempre he tratado de explotarme al máximo para andar para al mayor de, de mi nivel. Mucha gente, cualquier gente, habla nada más por hablar, sin darse cuenta que yo llego dos horas antes de entrenar a, a hacer mis activaciones, me quedo una hora más entrenando en el gimnasio, en, llego a mi casa y hago un poquito más, todo ese tipo de cosas, me cuido al, al estar comiendo esas cosas no, la gente no la ve, simplemente hablan por hablar. Pues no lo vemos porque es su obligación. O sea, si es un futbolista profesional, tiene que cuidarse y tiene que entrenar todos los y días. Y además o sea, es no por su bien, haciendo... ¿no? Exactamente. O sea, nos dice como, como Ay, yo entreno y que me cuido. Pues no nos está haciendo un favor a nosotros. Es su obligación <risas> para el sueldo que, que recibe y para lo que costó en Chivas. Oriolán me pareció un poquito ahí desubicado. Está muy joven, tiene grandes condiciones y ojalá que triunfe en las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y más adelante, por fin, las palabras de Renato Ibarra, este futbolista del América. que acusaron de golpear a su esposa cuando estaba embarazada. Ya habló Renato Ibarra, pide una segunda oportunidad. Esta información será más adelante. Y bueno, vamos a cerrar con dos pilotos A ver, viene Carlos. Ya salieron a defender a Julio César Chávez Jr. No, y salió pues su papá, ¿no? Eh. Salió su papito, siempre sale al quite de, de su hijo Jr. Y esto puso en su cuenta de Twitter. de Twitter perdón. No se preocupen por el TikTok de mi hijo. Yo no me siento avergonzado Al contrario, me da alegría Y me río porque se divierte Yo sé lo que tengo Y sé que los tiene bien puestos Y al que no le guste Que con todo y tacones vaya Y sí, a su... ¿no? Con <risa> Ay, todo respeto Ah, con ¿sí todo, todo respeto Julio Eso fue lo que le salvó ¿no? Con todo ah, respeto no, Sí, claro sí, Es una mentada, pero con respeto con, Exactamente, Órale. con su respectivo, sí O sea, muérete que se pudra Pero con respeto Bien, bien. perfecto <risa> <risa> y, el, y el segundo pilón se trata, bueno, de esta golfista eh, muy, muy guapa, una golfista europea. Ustedes saben, cuando uno va a trabajar, pues hay que ir cómodo, ¿no? Hay que ir en, en ropa cómoda. Si tu trabajo es físico, pues hay que sentirse cómodo más y si es todo el día. Y bueno, esta golfista de nombre Paige Spiranak, que la verdad está muy, muy guapa, reveló. Que cuando va a los torneos de golf no usa ropa interior ah, y este pues usa unas falditas muy cortas y de ahora en adelante yo voy a poner atención a ver ah, si por ahí un descuidito algo se por le supuesto puede. por supuesto a no, ver no, si no, puedes no, no. a ver si logras echarle su, la monedita a la alcancía muy bueno así es <risa> carlos Macías, nos los escuchado más al ratito como tus tu redes porque... sociales carlos por favor Me pueden encontrar en Facebook como Maciel Deportes. Maciel Deportes en Facebook y en Twitter y en Instagram, arroba KMaciel. Te tengan un excelente día. De igual manera, pues, por supuesto que sí. Te deseamos buena semana, 6 de la mañana, con 53 minutos. Corte. Regresamos con el abogado Alex Galvez, de Migración. Comunícate con el show del Mandril 844-274-4630. Viva 103.1. Muy buenos días, señoras y señores. Gracias por acompañarnos. Ya está aquí con nosotros el abogado Alex Galvez, a quien le decimos buen inicio de semana, abogado. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues bien, bien, bien bañadito. Eso, este lunes fresquecito. ya estoy listo para la semana. Eso, Fresco. muy bien. Pero buenas noticias, buenas noticias. Bastantes eh, para, buenas. ¿sabes? Para esas familias que están detenidos ahorita en el centro de detenciones y tienen hijos, pues que parece. La semana pasada, este último viernes, un juez federal dice, no se vale si tienen niños y están detenidos los tienen que soltar, nada de eso, jugar juegos que Trump quiere, que no, y eso no, finalmente, por el COVID todos estos niños con las familias los van a soltar bajo libertad, van a poder pelear su caso de asilo, mientras que están libres bravo, bravo. Así es, por supuesto que sí y, y de eso estamos, eh, bueno y en este caso, ¿qué cantidad más o menos de criaturas son las que están guardadas? No no, no sé específicamente, pero sí hay demasiadas, así yo pienso que una es demasiado, eh, recuerden que estamos aquí en Estados Unidos, niños no deberían estar detrás de las rejas, por favor No hay que hacerlo como fichas políticas Para algo, hay que además dejarlo salir, recuerden que ellos vinieron No por así porque por de gusto Ellos vinieron porque algo en serio estaba pasando En su país, quizás sea la hambre O la, la violencia de los narcos O quizás también las maras Las pandillas en Centroamérica so, Al fin del día hay que dejarlos que peleen Por su pedacito de América. Así es, eh, abogado Alex Galvez, ¿qué es lo que está, qué es lo que pasa en un momento dado con los que, con los Dreamers ah. que quieren renovar ahora que se, que hubo este aliciente, pero que lamentablemente como, hay uno en específico en la ciudad de Corona que dice que le dieron un DUI al muchacho. Okay, recuerden que si tienes un DUI No se vale, no, er no son elegibles. Es uno de esos delitos que los consideran mister significantes misdemeanors, okay Quiere decir que están descalificados, no se vale. Uh, so desafortunadamente no van a poder eh, aplicar por primera vez o renovar. So, por favor, yo no sé qué pasó, pero en 2012, cuando le estaba consiguiendo a muchos muchachos, este DACA, como que se sentían algo libres y empecé a ver muchos... Mucha DIYs. confianza. Sí, mucha confianza y como se dice en inglés, de push the envelope y empezaron a agarrar uh, esos tickets de, por manejar ebrio y desafortunadamente ese delito te quita todo y ahorita más que nunca... va a resultar en que te pasen a la corte de deportación. So cuidado, por favor. Así es. 844 644 7266 844 644 7266. Abogado, ¿qué es lo que pasa? Si en un momento dado este mes de julio que está entrando ya uh -huh. pasado mañana, uh -huh. este se les vence se les vence en la residencia a algunas de las personas, en específico te voy a hablar de una señora que me, me comentó, uh -huh. dice, "Pregúntale, por favor, Madrid, se vence el 8 de julio uh -huh. su su año de extensión que le dieron." Ajá. Dice, pero necesito estar saliendo porque mi mamá está mala de salud, sí. este de cáncer. ¿Qué, ¿Qué es lo que podría hacer en un momento dado si no le ha llegado la, la, la residencia? O sea, la, la de 10 años. La de 10 años. Sí, pues esto Porque la para, renovó. Sí. Sí, esto aplica para las personas que se casaron dentro de los primeros dos años y después se hicieron residente, primero primeros dos años de hacerse, de casarse, les dan una residencia temporal y después tienen que o sea, quitar esa condición y después le dan la mica de 10 años. Okay. Pero también aplica para esas personas que han tenido residencias por muchos años, pero porque la dejan en el closet, no se dan cuenta que se expiró y después hay una emergencia, tienen que salir a, a ¿Qué México. ¿Qué pasa ahí? tienes que ir a migración. primeramente tienes que renovar la residencia, si ya la has tenido por más de 10 años, la tienes que renovar, ya que te llega el recibo, puedes ir con inmigración y te dan una extensión en tu pasaporte y puedes viajar por emergencia, si no tienes tiempo para hacer eso, sí hay otras maneras, pero eso sí, necesitamos hablar así, en la oficina para darte esos trucos de emergencia, pero si el, la situación es la señora que ya se le expiró la extensión, nomás vaya a migración, le dan un sello, no problema, puede salir, eso es uno de los... Um, Uh, cosita, las cosas que están haciendo ahorita de emergencia las oficinas de migración señora uh -huh. bueno pues uh, le diré le diré uh -huh. que el, el abogado Alex Copperfield estará <ríe> diciéndole en su oficina cuál <ríe> será ah, de... no, es Alex <ríe> Fabio ocho cuatro cuatro seis cuarenta y cuatro siete dos seis ocho cuatro cuatro seis cuarenta cuatro siete dos seis ¿me meteré en algún problema si en un momento dado yo puedo arreglar con otra persona para casarme, para uh -huh. que me arreglen los papeles uh -huh. si no tenemos nada que ver? Ah, mucho cuidado, recuerden que la penalidad porque casarse por interés es muy alta, no solamente es, una, es un castigo de vida para el aplicante, pero también pueden encarcelar al ciudadano que está haciéndote ese eh, favor, entre comillas, son mucho cuidado, ok, si, si hay duda, ok, si hay duda, hablen con una abogado de migración, para también darles esos secretos de cómo poder lograr algo, pero recuerden, es algo muy peligroso, si han estado aquí mucho tiempo, yo prefiero que se esperen al próximo año, porque yo pienso, en verdad, que va a haber una reforma, si este presidente no gana la, la, la reflexión. 844-644-7266 Bueno, más, dígame. ¿no? Por favor, si son soñadores, ahorita hemos mandado ya aplicaciones y ninguna ha sido rechazada, o parece que inmigración ya las está aceptando y procesando. So, si nunca han renovado, uh, si no renovaron el DACA o si no aplicaron por primera vez, por favor háganlo ahorita lo más pronto posible, porque no sabemos qué tipo de guerra va a estar dando este presidente cuando se trata del DACA. Así es, y bueno que se está hablando de que el porcentaje de, de popularidad ha bajado mucho, ah, sí. y que hay una posibilidad muy grande de que, pudiera en un momento dado cambiar de presidente de este país. Absolutamente, pero recuerden que tenemos el Congreso que también está apoyando al soña a los soñadores So, también pensamos que si hay un alivio muy fuerte el próximo año, yo pienso que los soñadores van a estar enfrente de la cola, so, por favor hagan la aplicación si nunca la han hecho, si lo único que le está eh, deteniendo en aplicar es porque no se graduaron de la secundaria recuerden que hay muchos programas de GED que lo pueden hacer hasta en línea en online, en, por el internet, nomás estén seguros que está certificado por el Departamento de Educación. 844-644-7266 así es, abogado Otra de las cosas que quisiéramos preguntarte y que de hecho es muy eh, bueno por la gente que en un momento dado tiene sus antecedentes que pasaron uh -huh. eh, algún incidente hace años. Puede uh -huh. ser un DUI puede ser que haya sido deportado, pero que hoy se quieren animar a, a, a meter sus, sus documentos. Sí, sí, absolutamente. Mucha gente dice no, pero pasó hace 10 años, yo ya pagué todo. ya Y no creen ya que, que se borró eso Ajá, ya del sistema ya no, y no. tengo probation, todo eso. Recuerden que cuando uno comete delito tiene que pagar dos pecados. Tienen que pegar su pecado con el estado de California, y después tienen que pagar su pecado con la ley de migración, que es ley federal, eso es como doble castigo, wow. por eso digo que cuando se trata de inmigración, los delitos nunca se desaparecen, y es muy cierto eso, hay delitos que sí, quizás con el tiempo, tienen menos uh, poder, así menos castigo, pero antes de someter una aplicación, si tienen, si han tenido delitos hace 10 o 20 años, por favor, por favor, hablen con una abogado de inmigración, Incluso en California hay muchas maneras de cómo borrar esos delitos si ha pasado hace mucho tiempo, ¿ok? Ok, perfecto. 844 cuatro 7266 844-644-7266 siete dos seis ocho cuatro cuatro seis siete dos seis Cuenta el abogado con plan de pagos que es Siempre. para apoyar a la comunidad. Siempre. Si el abogado no tiene nada que esconder, no va a mí, no va a tener problemas en aceptar pagos, plan de pagos. Por favor. Así no, es, algo, algo más se dejen. que hay agregar, señor no, abogado. No se dejen que se los estafen, por favor, recuerden que este proceso de inmigración ahorita es tantito más lento, eso le da más oportunidad de hacerlo correcto, no lo hagan deprisa, por favor, y recuerden Su, su pedacito de Estados Unidos está ahí para alcanzarlo, pero háganlo cuando sea, el tiempo sea oportuno por favor, no se adelanten, a veces yo le digo a la gente, el peor enemigo es uno mismo, porque uno quiere oír un sí de alguien, y el primer abogado notario, así, o charlatán, que sin, dice escrúpulos. Que sí, ah, sin escrúpulos, sin escrúpulos, ustedes le brincan, ¿no? cuidado, eh, siempre ganan dos o tres recomendaciones. La mira. semana pasada una noticia que efectivamente alguien lo mandaron a Centroamérica y lamentablemente lo dejaron otros 10 años allá, sí, por el, el mal momento. llenado De los documentos, porque no era abogado la uh -huh. persona. Increíble. Y recuerden, ah, no hay que acelerar las cosas. Las cosas difíciles se hacen con calma, pero se hacen bien con la persona que sabe lo que está haciendo. El abogado te atiende personalmente, 844 644 7266 Un placer trabajar contigo, abogado Alex Galvez. Igualmente, Mandril, aquí vamos a seguir dando a la guerra. Por supuesto y hasta que. Hasta sí. la próxima. Hasta, hasta la sí. próxima. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos, público querido. Gracias por acompañarnos aquí en Viva 103.1, cumbias y más. KDLD Santa Mónica KDLE Newport Beach Viva 103.1 Cumbias y más Un sueño yo viví vivimos un sirenito Justo al año de casados Porque yo en el amor Soy un idiota Que he sufrido mil derrotas Vamos pa' la playa Pa' cura vaya bien, que les vaya bien, no te extrañaré, viva, 103.1, cumbias y más, señoras y señores, muy buenos días a toda la banda, vamos a mandarle saluditos a Chajas, que desde las seis de la mañana está pegándole en su overlook, bien dormidote con la careta, Mi querido Chajas, Amago Pavón, por supuesto que sí. Para Benny Pérez y para Patricia Bañuelos, que ya van en camino a su sesión de fotografías con su cutis bien grasoso. ¡Vámonos, recio! Vamos a tener cuidadito si es que usted piensa tronar cohetes. Las multas están de avaro. Nuevamente dice, salúdanos. Patricia Bañuelos, mejor conocida como La Titi. Y Benny Pérez. Con su cutis grasoso esta mañana, vámonos a las fotos. A la gente de Haddington Park. Oiga usted y a la gente de Telemundo. Oiga nada más. A la gente de los Callejones, al buen Chuy. La gente de Nueva Jersey. La gente de Concordia. ¡Viene, viene, viene, viene, viene! ¡El chango de las naranjas descarapeladas! ¡Mamá, que suba la temperatura para que me sude la coliflor! ¡Vámonos recio a todos los casineros y casineras! ¡Para Maru Chávez! ¡Que se trajo el puro hilito dental! ¡Porque así me la dejaron de pelona! Dinero que se lleva a Las Vegas, dinero que se queda allá. ¿Eh? No tú. Vámonos, vámonos, vámonos. Marilena Lolasco. Y para su señor esposo. Papá. Échame mi lonche. Y échale extra porque tengo tres gorrones en trabajo. Vámonos. Para Beto y Asael. En la Minerva. restaurar hasta Pico Rivera para Tony Núñez, el pájaro, el papo y Harrison Ford en travisión viene, viene, viene, viene la gente de Coltongo, Mineros metalúrgicos Colonia Progar, Tilco. para el buen manitas. para el pila, pila, pila, pila se cerraron los bares Foco Amarillo Sabroso Saluditos al Charro Negro ¿Entiendes? A toda la gente del Tular Hidalgo Gente de Cuatzingo Para el buen Jarocho Oiga usted Siete de la mañana con diecisiete minutos Mi niña, por favor, dale una mordida a tu dona para que se quite ese aroma a complex que te cargas. ¡Ay, ay, ay! No hay que chupar holes en ayunas porque te dan cólicos. ¿Cómo? ¡Para el pujos? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Siempre duró poquitito, ¿eh? ¿eh? Siempre duró poquitito, señoras y señores. No te canses, Así es. ¿Qué Oye, ¿qué pasó? ¿Ya tenemos, ah, tenemos al tiburón? Yo creo que el tiburón. Ahí está eh. el tiburón. Sí, Pero por supuesto adelantito. que sí. Más adelantito. Tiburón, no te nos vayas a ir, por favorcito. Gracias por acompañarnos. Vamos a la línea número 2, 333 Boruja. Si eres tan amable y gentil. Mi queridísimo carnalito, muy buenos días. Entramos de lleno. ¿A qué te llamó la atención del día de ayer? Oh, ¿Qué te llamó la atención del día de ayer? Mi queridísimo fin y bien ponderado carnal. De Milwaukee, ¿cómo estás? Es el Caguachi. El Caguachi Mix. Eso, bien. ¿Qué onda, carnalito? ¿Qué tal? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo te fue en tu show? Mi carnal, Caguachi, mi compadre, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo hermano, cómo está ¿Qué, está, ¿qué está pasando con tu celular, hermano? ¿Qué ondita? ¿Todo bien? No, pues es que me, me quité el Bluetooth y de volada me lo puse al oído, pero ah. me ganaron esos segundillos. ¡Órale! ¡Qué buena onda! ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en tu show el sábado, hermano? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? ¡Oye, mi carnal! Uh -huh. Mira, bien, bien, todo. Gracias a Dios. Bien, les mandé saludos. Me llamó Carlitos Maciel. Fíjate que mi canal Carlos Maciel me echó una llamada por allá y estuvo ahí participando eh, en las presentaciones. Votó bien. por su rol la favorita y ahí se la pusimos, mi hermano. ¿Cómo ves? ¡Bien, bien, bien, bien, bien! Eso, qué chiricas, Muy bueno, muy bueno. Luego hay que ¿Qué? dar el teléfono qué tuyo para Mancín. que la manda... diga el pila pila pila Caguachi, ¿Eh? pila ¿Qué onda canalito? ¿Qué te llamó la atención el día de ayer, mi no, no, lo no lo voy a entender al güey, mejor que no me llame. <ríe> hoy oh, no es más. más es... ¿Qué pasó, Caguachi? ¿Qué, díganos, ¿qué le llamó la atención el día ayer? <ríe> Mira, me llamó la atención, más que llamarme la atención, este voy a voy a, a, a dar algo que quiero hacer eh, unas palabras eh, chiricas para ti como dices tú. Te agradecemos. porque sabemos que si el día de mañana, por alguna razón, ya no va a estar sintonizando Viva 103.1 ya no va a estar al lado de lo que es el Burbuja. Quiero que sepas que te vamos a seguir donde quiera que andes, carnal. ¿no? Donde quiera que tú nos avises que vayas a estar, sea ahí, sea en otra estación, y el tiempo que te vayas a tardar. Como lo dijo el buen pelón, ¿no? Eh, la verdad, es, eh, lo que bien se aprende nunca se olvida. Donde quiera que te vayas vas a brillar, porque brillas con propias propia, mi hermano. Tienes un carisma, tienes un ángel, Tienes una sencillez, pero sobre todo tienes humildad. Eso te va a llevar a estar donde estás hoy y vas a seguir es escalando peldaños. Te deseo de, de todo corazón que si por alguna razón ya no estás ahí a donde quiera que vayas, Dios te bendiga, al igual que a Burbuja, Carlos Maciel, todo el equipo de trabajo con el que has venido trabajando de hace muchos años. De verdad, te los agradecemos porque son una alegría para nosotros. Mucha gente lo dirá de broma. ¿Cómo puede hacerte alguien tu día? Pues aunque no lo crean, sí lo hacen. Nos llevan alegría, nos, nos, yo me estoy a veces riendo solo porque tengo los audífonos, pasa a nivel este pinche loco que estás haciendo, pues me estoy riendo, ¿no? De todo lo que haces, de toda esa buena vibra que te cargas. La, las las cosas que se vierte al burbuja sus cochinadas, dicen, embarazar a embarazar gente ay, y todo ay, eso ay, también se de ríe, ¿eh? sí, sirve, sí, sí. ¿no? Les agradecemos, todos. De todos, no me agradezcas, todos, ¿eh? Neta, no con Dios, tus agradecimientos de ese tipo, tíes. cabrón. Ya córtale a tu forro ¿vale? Gracias, Micael, sí. sí. No, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Pero bueno, antes de saber que mi compadre sí. eh, nah, y yo, nah, nah, nah, nah. no, no, no, no, yo voy a hablar de ti, de mí, que somos compadres de Bautizo, nos fortalece una amistad muy bonita, nos queremos mucho. Bien, bien, bien. Independientemente de ser su alcahuete número uno, oh, sí, de ser su eh. tapadera, de ser quien lo saca de su casa a la hora que él me pida. Oye, burbuja. Oh, sí. Sí. Hey, burbuja. Hey. ¿Qué pasó, Caguachi? Burbujita. Hey. Gracias por existir, hermano, porque si no existieras tú, mi compadre no sería nada sin ti, te lo digo así en buena onda. ahí está, ya viste, eh, para que veas eh, ahí está tapando lo que habló eh, ahorita de Tiki, oh, sí, dentro eh. de nueve meses órale pues carnalito, gracias por tus palabras Caguachi, te mandamos saluditos, un abrazo gracias, vamos a otra línea telefónica esta mañana señoras, señores, 7 de la mañana, 21 minutos vamos a corte, eh, vamos a una llamadita una llamadita, más. perfecto, me parece muy bien buenos días, ¿quién habla esta mañana? ¡El chicharrón! ¿Qué onda, el mi el querido chicharrón. chicharrón? ¿Qué te llamó la atención del día de ayer, mi, mi querido chicharrón? Mira, el Mandril, rápido, yo no quiero hacer tu despedida triste, así que voy a echar relajo. A mí me llamó la atención el fin de semana pasada que... El señor El resto Ramos ya no habló el viernes porque lo espantó el Filiberto el sí, jueves. Cierto. Pero qué bueno que ya, que ya se reportó hoy porque me tenía con el pendiente, mira. ¡Eh! ¡No mames! Sí, sí, con lo que se la saca, ¿no? Echándole la culpa que no sé qué, pero. No, es Ernesto, lo creía de otra manera. Yo pensé sí, No, dije, sí, no, que, el no. Azúcar, que el azúcar y que no sé qué. Sí, no, no, ¿cuál azúcar? Si pues era para sí. ahí haberse puesto eh, si la, la espada vas, como no goleador. ¿Te vas el día de mañana? Ya... Si te vas o no te vas el día de mañana, Maldril, aquí estamos esperando para que sigas trabajando en la radio. Gracias, carnalito, gracias, mi chicharrón, te agradezco mucho tus ¿Y palabras. Y burbuja, no me cortes, el amarre, por favor, por falta de pago. El <risa> amarre, tú también. No, que no tú se tranquilo, lo... no, chicharrón. Sí, sí, sí tú. Vas a seguir en el lodo, en la tina de lodo, la foto, tú no te preocupes. Pase, pase. Vamos directamente con el tiburón esta mañana, 7 de la mañana, 21 minutos. ¿Cómo estás, mi querísimo tiburón? Buenos días. ¿Qué, qué dice el tráfico vehicular esta mañana? Sí, Madrid, muy buenos días, feliz fin de esta semana para todos. Y nos va rápidamente el reporte de tráfico para ti, que me por ahí? a Los Ángeles, autopista 101 Norte, poquito antes de llegar a Glendes Boulevard. Hay un accidente que está afectando el carril derecho, tráfico bastante lento, hay que manejar con precaución. Por otra parte, vamos a hablar de B Flower, autopista 105 Norte, a la altura de Legua Avenida, otro accidente que está afectando el carril derecho, tráfico bastante lento. Reportó Mauricio Barajas, el tiburón. Gracias, tiburón. ¿Cómo te buscan en tus redes sociales, Mauricio? Sí, en Instagram nos pueden buscar como Tiburón Radio 1, Tiburón Radio 1, mandré ahí por si quieren comprar o vender casa, ahí estamos a la orden. Órale, pues gracias, te agradezco mucho. Vamos a regresar gracias. con más de sus llamaditas telefónicas, 844-274-4630, 844-274-4630. Amigos, ya se enteraron que CarPros abrió una tienda más y ahora con la marca Honda, así es. CarPros Honda El Monte, en la ciudad del monte, en el mero corazón de nuestra gente bonita y trabajadora, y déjenme les digo esto. CarPros siempre, escúchenme bien, tienen excelentes ofertas como esta que, pues bueno, me pasaron el día de hoy. Oigan bien, el Honda Civic LX del 2020, por solamente 89 dólares al mes, 89 dólares al mes, agárrense. 89 dólares al mes, me cae que CarPros Honda va en serio, 89 dólares al Mes por un Honda Civic LX, oferta de arrendamiento por 24 meses y 3,200 dólares de enganche. Y ya saben, el Civic es el sedán favorito de muchos. Como dicen los jóvenes de hoy, es un carro muy cool. O sea, a todo dar con un paguito de solamente 89 dólares al mes, pues está súper bien, ¿no? Vaya la CarPros Honda El Monte por el Freeway 10, salida en la Pet Road. Felicidades por tu nueva tienda, mi queridísimo Juan. CarPros Honda El Monte, órale, para más detalles completos de esta oferta, deben ustedes llamar al triple 8245-0961. Comunícate con el show del Mandrill 84-274-4630. Viva 103.1. Cumbias y más. Ahí está, ahí, está, ahí está, ya me escucho perfectamente, muy buenos días, 844-274-4630, ¿qué te llamó la atención del día de ayer? ¿Qué te llamó la atención, Burbuja, qué te llamó la atención del día de ayer? Fíjate que me llamó la atención el día de ayer que ni la policía dice nada con esto de los eh, juegos pirotécnicos, la verdad, en sus veras jetas así, tornando una de las bazuconas así grandotas, todavía hasta se pasan hacia la, a la orillita. <risa> Y ya hasta le dicen adiós. Dije, los ¿sí? policías. Los policías dicen, pues qué pedo, pues no, que pues, está prohibido. Y estamos en el lugar donde dijeron, están prohibidos los cohetes. Y pasa, todavía se va la orillita de, y del ladito. saluda, del ladito. Sí. Y todavía se van tapando los oídos, ¿no? Con, con un oído, porque el otro va manejando. La eh, otra mano va, es que va no, en el volante. No tanto así, pero sí, así como que guachando. Y todavía el, del, el de uno de los lados, todavía saludando a la banda. Dije, oh, qué pues. Entonces, ¿cómo? ¿para qué ponen restricciones? ¿Y a ti qué te llamó la atención el a día? A mí me llamó día? la atención el día, eh, pues no de ayer, sino del viernes. Señoras y señores, ¿se acuerdan que llegamos el viernes platicándoles de que habían atentado contra el director de seguridad de México? Correcto. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, pues resulta de que contrataron a 28 hombres para poder matar al director de la policía de México, al director de seguridad. Y pues bueno, ¿cuál va siendo la sorpresa? De que eh, se, se, iban, a ser, iban a ser cuatro grupos de siete personas. Okay. Y le cerraron el paso en, en pero fíjate, en una de las colonias de más actividad económica así es allá en, en la ciudad de méxico y le cerraron el paso con una con un camión de tres toneladas este y resulta de que cuando pasó eh, esperaron a que llegaran los eh, a que pasara por allí el convoy y ándale cuál va siendo la sorpresa de que pues mataron a sus dos guardaespaldas a sus dos de, de seguridad y dieron una señora que iba a vender comida y cerquita a boruja lo, los alcanzó las balas y la mataron a la señora O sea, hubo cu cuatro muertos y este, y pues bueno, fueron detenidos doce personas y ayer ya iban diecinueve. Ayer ya iban diecinueve, pero este, pues bueno, el, el mismo director que salió, pues nada más le dieron tres, o sea, le alcanzaron a dar tres balazos, pero fueron unas armas mortales. Eh, eh, pues dio, dio a conocer en su Twitter de esa situación. Pero bueno, vamos con Jorge Miramontes, que ya está en la línea telefónica. Y ahorita regresamos con, ¿qué te llamó la ¿Qué atención? te llamó la atención? Por supuesto que sí. Jorge Miramontes, ¿cómo estás, hermano? Buenos días. Buenos días, mi estimado Mandril, saludos para ti y para todo tu público en este hermoso lunes. Vamos a las noticias porque lo que está causando pues mucho de qué hablar es el anuncio que dio el gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó el cierre de todos los bares, bodegas, centros nocturnos, se en todo el estado. Pidió a todas las personas mayores de 65 años o más que permanezcan en el hogar para frenar la propagación del coronavirus, Esta es una situación muy drástica, hablábamos precisamente aquí en tu show de los estados en foco rojo, que entre ellos estaba California. Bueno, con eso te cuento que ya llegaron a 211 mil casos confirmados eh, de contagios y más de 6 mil muertes en California. Eso lo convierte en el estado de la nación en el tercer número después de Nueva York y Washington. El anuncio afecta más o menos a unos 2.2 mil mil millones de dólares de ganancias que se hacen a cuatro mil negocios en California y dice que no quiere llegar a la penosa necesidad de echar a andar a la policía para que primero haga valer la ley y segundo para que esté monitoreando que se respete este estado de de alerta en todo California a raíz de este incremento drástico de lo que son los nuevos casos diarios que estamos viendo, por lo menos de mil a mil nuevos contagios por día, que es algo alarmante, así lo dijo el gobernador de California. Casos similares, se decía, en Florida, en Arizona, en Alabama. Bueno, la situación ha llegado ya a 32 estados de la Unión Americana. Lo que nos muestra precisamente esta situación de riesgo que se está viviendo a nivel nacional. Hablábamos precisamente en Utah, es muy lamentable lo de Utah, que siendo un estado tan bajo en población, la mitad de los casos, ya casi llegando al 50% eh, de los casos eh, confirmados, son latinos, que mayormente aquí, pues, son la fuerza trabajadora mandril. Oye, Jorge, pero es eh, tú, tú como periodista y ahorita que has estado viendo el panorama, ¿crees que no, que, que no se espere hasta octubre? Porque ya ves que se, se esperaba que después de octubre iba a venir la segunda parte de la pandemia. ¿Tú crees que no se acelere ahorita con todo lo que está sucediendo y viendo los hechos del gobernador que ya desde ayer comenzó a cerrar los bares? Pues precisamente eh, el director, el doctor Fauci, eh, que es del CDC, del Centro de Control de Enfermedades, hablaba de los dos ángulos, el primero de octubre a noviembre que se esperaba eh, que la que, que lo que es este la el, el ángulo que mide precisamente el número de contagios, llegarán números drásticos, y todavía está hablando de cerca de ellos, está hablando de 100 mil a 200 mil personas para para octubre como mínimo, y también hablaba de este nuevo resurge, precisamente este brote, rebrote aquí eh, en estas últimas semanas, y precisamente hablaba por ello. Primero, porque las personas no están siguiendo las, las órdenes de, de salud. Y segundo, por el mal ejemplo que ha puesto la administración de Trump, imagínate la cara que ponía el vicepresidente cuando él hablaba diciendo que las cosas estaban tranquilas, que se estaba ganando la batalla, le siguió el turno a hablar precisamente al doctor Fauci para decir que la situación estaba drástica y que en octubre llegaría también una nueva ola. Así es que, o sea, lo que uno puede hacer es, simple y sencillamente, protegerte, Manuel. Así es, bueno, sí, definitivamente, aún así, eh, viendo esta situación y ahora con el cierre de los bares, ojalá que eso le cree conciencia a los que lamentablemente hasta el momento, después de casi 100 días, no pueden creer que esté sucediendo esto, que esto es una artimaña del gobierno, que esto viene que no sé qué, que es, o sea, una cosa realmente patética. Y algo interesante también es que el gobernador le dio el poder a los condados, para que ellos decidan sin, este, situaciones más drásticas, es decir, reglas más este, severas. En caso de que, de que los contagios estén fuera de control, tanto así que al Condado Imperial, tú te vas a ubicar, es el que está al lado de, San, al lado de, de Tijuana, en, que empieza por lo que es San Isidro, este, Imperial Beach, toda esa zona. Ese es uno de los principales focos rojos Ay. hoy en día. Es decir, hablábamos primero que era... Los Ángeles, que era Orange County, donde son eh, unos desentendidos, cabezones, discúlpame la palabra, y ahora es el, el Valle Imperial al lado de, de Tijuana, ahí en San Isidro, Imperial Beach, Chula Vista, donde se está viendo un incremento drástico, drástico de personas tanto así que ya se puso en Alepe y es el primer condado donde se le exigió, no se le pidió, se le exigió que tomara cartas severas en el asunto a raíz de, de cómo de, de un día para otro. los nuevos casos de contagio, pues pusieron en alerta no solamente al gobierno estatal, sino federal. Así es, pues vamos a ver qué es lo que sucede, Jorge, a ver si, este, no sé, ojalá, ojalá y de verdad nada más ahorita de momento sean los puros bares y hasta ahí le paren, porque si vuelven a cerrar nuevamente, eh, pues no sé, eh, peluquerías, eh, restaurantes, no sé qué es lo que va a pasar. Increíble, pero bueno. Así es, Jorge Miramontes, ¿cómo te buscan en tus redes sociales, amigo? Allá estamos, a tus órdenes en Jorge Miramontes 1 en Instagram. Gracias. Así es, buena semana, Jorge Miramontes. Ahí está. Después de esta rolita venimos ¿Qué te llamó la atención del día de ayer. Así es que no se le haga tarde, 7 de la mañana con 41 minutos, ya desayunó. No ha desayunado. Bueno, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que tener pila. El cuerpo requiere gasolina. Sí, así es, energía. requiere energía. Pero no de taurina, eh. De ay, pipirín, ay, ay, pipirín. Ay, ay. Ánimo, <risa> gente. Órale. <risa> de taurina, <ánimo. risa> Bueno, vamos, a, vamos a, sal a saludar al señor Saldívar, al señor Saldívar que tenía, bueno, su casa le costó 489 ochenta burbuja, en Los Ángeles. Eh. Y ahorita le están ofreciendo dos millones y medio, que porque quieren construir un edificio, y dice, ¿qué hago? Lo, lo, lo acepto, ¿no? ¡Ay, oh, hermano! Pues agárralo. Bueno, bueno. Te puedes ir a comprar una casa bien barata, nuevecita, ¿eh? Nueve, sin estrenar de 300 baros allá para San Jacinto. Pa' corona, para arriba hay casas así baratas y nuevas, y nuevas, eh, Muy cierto. te están construyendo. Pues ahí está, ¿qué estás Te compras hasta cinco casas ahí, fácil, parejitas fácil. y las rentas y hay una feria. Cierto, la verdad. ¿No? Qué sí. preguntitas de Chiqueles. <risa> Vamos, pues, qué coraje, vámonos. A... Buenos días, ¿quién habla esta mañana? Buenos días del área 714, Elizabeth y Cisneros, ¿cómo estás? Buenos días. Cómale, guau, guau, guau, cómo le guagua, cómo le guagua! ¿Qué pasó, mi niño? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué le llamó la atención a la criatura del día de ayer? No, pues el viernes como que ya te vas. Eh, nada más temporalmente, hermano. Temporalmente. Aquí ya sabes este son cositas así. Se me hace que es más estamos pensándola ya. Ahora. <risa> sí, este. No, todo tranquilo, hermano. Todo tranquilo. No, no, no, no. Mira. Eh, como dice el dicho, el dicho es el dicho. Ahí ¿Eh? está. Entonces, ¿Qué le llamó la atención? Oye, <risa> ¿qué pasó, mi niño? Uno cosa por burbuja. ¿Qué onda, canal? ¡Burbuja! Hey. Todavía no te vas y es extraño. Ay, ¡Ah! ¿Ya viste, compadre? Eh, te digo. Y el burbuja diciéndome: nadie se preocupa por mí. Ay, ay, ay, ay. Papi, soy uh, tu dueño. ¿Qué pasó? Na, na, na. No, pero para que veas. A ver, mi niño. Ah, sí, sí, por supuesto que sí. Díganos, por favor, ¿qué le llamó la atención el de ayer? No, pues no, era para saludarlos. Ah, muchas gracias, Muchísimo, carnal. Gracias. Y, y, y que para donde quieran que vaya, aquí los vamos a seguir, a seguir escuchando. Gracias, carnalito. Gracias. Te agradecemos mucho. Oye, y, y bueno, no dejamos escapar este mensaje y consejo más bien, yeah, yeah. de que hay que estar bien truchas, por favor, con lo de los cohetes, ¿eh? Los juegos pirotécnicos, donde lo agarren... Eh, tronando cohetes que no están autorizados, agárrense, las multas pueden comenzar desde mil varos. Mil dólares, y recuerden que este sábado ya es el 4 de julio. Un abrazo, carnalito. Vamos a otra línea telefónica, Burbuja. Buenos días esta mañana. Gracias por agarrar las que más tiempo tienen. Mil disculpas. Buenos días, ¿quién habla? Aparicio. Buenos días. Patrick, hey, ¿cómo estamos? Bueno, las tengas, buenos días. Las tenemos, hermano. Bien, bien chiricas, hermanito. Aquí viene explotando el golpecillo. ¿Qué le llamó <risa> la atención a la criatura el día de hoy? No, pues nada más para saludarlos, Luis, porque pues, ya, ya se nos van a ir de nuevo otra vez. Otra vez, hermano, no, pero mira. los un buen rato, sí, vienen pero... a trabajar un ratito y se nos pelan de nuevo, carnal. Sí, no, pero ya pronto, ya pronto por pues aquí pasó... nos vamos a... No, y es que mañana ya no voy a tener... ¿Mañana qué? No, es que sí, se desaparecen un buen rato, Luis. No, no es que mañana ya no los voy a poder escuchar porque tenemos que ir a la graduación de mi hija. Ah, y, pues, bueno. Por eso me, me tuve que esperar una hora y media en la línea para saludarlos y pues... Qué chido. Muchas ya sabes, desearles lo mejor. Muchas gracias, hermano. Y ya estamos esperándolos, esperando su regreso de nuevo. Primero Dios. Así, y oye, sabes, y... lo mejor de lo mejor, Mandril. Burbuja. Gracias, gracias mi canalito. Gracias. Oye, y felicidades a tu hija, ¿eh? Burbujita. Sí, el burbujita no hizo el amarre muy bien porque, mira, pues ya los están sacando, ¿eh? Ahí Te <risa> hubieras echado un poquito más de tierra de panteón, <risa> carnal. ¿Qué pasó? Tierra de panteón. Con más enfundia. <risa> <risa> ya lo amarre bien, ¿ves? Así es. No, muchas gracias, carnal. Y felicidades para tu niña, ¿eh? Les Mandril, ya un sabes... Muchas gracias. Aquí estamos, sí, gracias. Dale, pues. de todo corazón. Un abrazo enorme, gracias. Vamos a en la telefónica burbuja esta mañana. Así es, buenos días, Guille González, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Cómo le guaguaguá, mi niño? Así es, ¿qué pasó? ¿Cómo le guaguaguá? Bueno. Platícanos, por favor, mi niño. Dime, dime, no, está. en allá este está. momento, ¿qué? Le... Ay, ahí está, está atendiendo otra está llamada. Sí, es? Está cambiándole. Sí. Así es, ¿qué pasó, mi niño? Díganos, ¿qué le llamó la atención el día ayer? Cinco y cinco. Bien. A ver, son cinco de... Diez. El, el negro es este, el segundo El negro, sí, sí, pero los cuellos, dale cuellos, eh, dale cuellos eh. Te encargamos, dale cuellos sí. Así es, no, está bien, ok, ya está, bien Dos, las, tres, cuatro uh -huh. Vamos con los amintos, ¿no? Sí, hay que eh, mientra, hay que, a... Ahorita te atendemos, carnalito Mientras le terminan de dar los cuellos, porque sí, está como en producción, sí. ¿no? Sí. Así es, buenos días, María, ¿cómo está? Buenos días, gusto saludarle ¡Pila, pila, pila, pila! ¡Eso, pila, pila, pila! Mi niño, ¿qué le llamó pila, la atención pila, a la criatura el día, día, claro. día ¿Qué pasó acá, Pues sí, además estaba llamando la atención esta, esta muchacha, la, la, la soldada, que todo el mundo la han podido encontrar. No, Entonces, no la Fíjate que el burbuja yo... De... Está, estaba yo preguntándole al burbuja hace ratito, ¿hacen qué en un corte comercial? Sí. Le uh -huh. digo, oye, compadre, porque él tiene una hija que es marín. Uh -huh. Le digo, oye, ¿ya qué se deberá ese tipo de uh -huh. situaciones? Este... Pues, pues se supone que el sábado encontraron en la noche, eh, pues este, más restos, unos restos, unos pero no estaban certificados. Están Ajá. esperando que llegue la certificación. Ah. Pero se me hace muy raro y, oh. y en, en algún momento escuchábamos a Jorge Miramontes de que como son las es la base es una base naval una, sí. o, o base militar militar, más, o sea, militar sí, sí, sí. que no se puede meter el FBI ni nada porque se supone que pues son este, ¿eh? del, del mismo gobierno también, pero sí, sí. pero yo creo que esto va eh, acorde a que no sé Dios quiera que que pero se me hacen muchos días ya sesenta y tantos días como para que no amanezca con vida entonces sí, ya, ya te puedes imaginar lo ya peor muchos, no eh. Sí. ahora la muchacha sí. pues, ay, la te joven. quería dime hermano sí sí te quería hay un saludo para los yo no miro estoy estoy invidente y ah. ay me me, me da ah, cómo te diré este pues siempre los escuchaba y me me daba una alegría tremenda y ahora que que sé que, que se van a salir. Ay, no, ando no. bien agüitado, todas las semanas he estado. Y aquí he estado, pues no salgo yo para nada. Este era mi, mi, mi, mi, mi alimento que me daban. Entonces, ese, ese, ay, no. Pero pero eso ya va era. a ser... Pero o sea, hasta mañana, hasta que mañana, que mañana, no ahora. Que le pronto. Oye, oye, hermano, y, y eso ah, de... que tú, ¿Tú no eres de casualidad el señor que el día el papá saludamos que sus hijos lo llevaron a dar la vuelta? No. No, no, no, soy otro. De sí. Hablé, lo soy yo. Soy de Cuquió, Cuquió Jalisco. Tú no eres el que, de, el, el, el, de, el que se, de un lado de Guadalajara. Tú no eres el que se casó con la muchacha de la farmacia, de la medicina. No, no, no, no, ah, no, no, no, no ah, soy otro, otro, ah, otro. Oye, ¿y, y hace cuánto? Más joven, que, más joven, <risa> <risa> Oye, oh, entonces el otro está bien ruco. <risa> <risa> <risa> oye, <risa> oye, <risa> oye, hermano, ¿hace cuánto que perdiste la visa? Ya. Ya, fue para 15 años, fíjate. Pa aquí, y, 15 años. ¿Y de qué manera la perdiste? ¿Por la diabetes o por.? Porque hubo por uno el, que nos sí, habló. Por, el, que, por la diabetes. Que hubo, hubo uno que la perdió porque en su garage habían fumigado y el polvito que habían dejado a eso le cayó en los ojos y le quemó las retinas. Oh. Sí, le quemó las pompillas. Sí, pupilas. sí, escuché, escuché, sí, Ajá. sí, sí. Entonces, ¿a no, tí... yo por la diabetes y luego pues me hicieron, me hicieron rayos láser y de ahí me amolaron la, la vista. No le la... hagas. Oh. Me, me, me dejaron sin mirar de, de ahí para acá, ya. Ay, Un día para otro, me apagaron la luz. No le hagas. Ya fui, fui a mi pueblo, Papa cuquillo, fui para allá y me dice, la, como la gente me conoce todo allá, ¿qué pasó, Cuco. Yo no, es que no pagué la factura de la luz y me la cortaron. Sí, me, ¿sí por, eso? me cortaron la luz. Oye, ¿qué güey? Eh, es no, hombre? sí me, me. Hace 15 años. Me, me, me, me, me molaron. Oye, ¿y actualmente con quién sí, vives? Pues. ¿Actualmente con quién vives? ¿Mande? ¿Actualmente con quién Todo vives? vivo solo. ¿Solo? ¿Y quién Yo te auxilia, ¿Y quién te auxilia, sí. hermano? Pues uh, tengo una, una amiga que anda de, de ruedas, la muchacha me ayuda, me lleva a la, la, la tienda y ahí nos echamos la mano así, todo, ella oh, me bueno. guía, yo me agarro de la silla, uh -huh. me agarro de la silla y nos vamos a se me lleva a la tienda, ya a, a, a, trae mi mandado, o mis hijos, o así, depende de que me agarre va, vacante por ahí. Órale, oh, oh, qué bueno! ¿Y nunca fuiste casado, Juco? Sí, sí fui casado, sí, tengo tres hijos Órale, ¿y, tú, tengo, ¿y tengo qué tres, fue de ellos? Tengo tres ¿Te, de te dejaron desde que te quedaste pues aquí están, así? Aquí bien No, ya, ya, se los dejé desde... No, aquí están sí. conmigo, me echan la mano, vienen a visitarme Acá vienen para pa Guanapá, vienen para allá Órale, ¿y, sí. tu se ¿y qué fue y de tu ya, señora? Um, por el... Ahí vive con ellos, con mis hijos Ah, ok, pero ya no, eh, eh, eh, ya no se acercó contigo ni nada Ya, pues nos, nos, nos, nos, divorciamos desde hace 15 años. Órale. Y ya cada quien este pues su agarró camino. por su rumbo y pues ya me quedé yo aquí, ya no, ya no me he casado, ya que he pues ya, ya. Aquí. Ando consigo? buscando a la Maru. A la Maru. Ay. Ay, Maru, espérame, quédate, quédate en la línea, quédate, y ahorita te la localizamos. Ahorita, quédate, por favor. Quédate, Maru. Maru, auxilio. Aquí cayó algo y cayó un Popeye. Ay. Oliva. Viva 103.1. ¡Cumbias y más. up. Señoras, señores, buenos días, este es el show del Madrid Gracias por acompañarnos, en viva 103.1 Cumbias y más Vamos a las líneas telefónicas, Burbuja, por favor, si eres tan amable y gentil Yolanda Vázquez, te mandamos un saludito cordial, por supuesto que sí A Maida Tot hey. A Maida Tot, te mandamos saluditos Oye, vamos directamente a... Bueno, ok Vamos a este, con el señor que teníamos, ¿no? Sí Así es, ¿cómo se llama? Cuco. Cuco. Sí, él es de Cuquillo, Jalisco Ah, no, Cuquío, Jalisco Amigo, ¿cómo me dijo que se llamaba usted? ¿Cómo le guau, guau, guau mi niño? Soy el, ah, el quesero. el que quesero que nos aguante. El que, aguántanos Entonces, tantito, quesero. Permíteme tantito. ¿Quién era? A ver. ¿Quién sería? A ver, no ¿quién se cortó. ¿Cruz, José? No. A ver. Creo que a ver, a ver si es de aquí. Bueno, Bueno, bueno, bueno, compañero, ¿es usted? Bueno. ¿Qué pasó, no, ¿Qué pasó? Se, se le cortó la ¿Se línea. ¿Se cortó la? No, ¿sí? Yo digo que, que sí. Bueno, qué lástima, pero ya tenemos a doña Maru ahí en la línea telefónica. Deja saludar a doña Maru. Doña, doña Maru. Este, bu buenos bueno, días. Buenos días, doña Maru. Perdónenos que se, se nos escapó, no sé si se cayó la llamada, pero pues aquí un señor eh, como que es su sueño usted inalcanzable. De muchos, de muchos. De muchos. De, ah, sí, de muchos, no, ¿eh? Que... Que vuelva a hablar, que vuelva a hablar. Ajá. No, y déjenme decirle que la señora Maru es una señora, con todo el respeto, muy bonita. Ella es oriunda de... ¿De qué parte es usted, Maru? Soy de Zacapo, Michoacán. De Zacapo, Pero muy bonita eh, la señora Maru. Muy guapa, muy este... Eh, la verdad, pues, pues, ¿qué le puedo decir, doña Maru? Usted, más que nada, usted misma considera que para el tráfico. Así, hey. imagínate, pero para el tráfico del freeway, ¿eh? Hey. No crees tú, no, no tú que el de la calle, no, el del freeway, de intersecciones Ah, sí, no, no, no, no, no, no, no, y con zapatilla, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Dios mío Así es, no, no, no, muy guapa Oiga, señor Amaru, ¿y usted, ¿usted, usted es güera en nacimiento o se pintó el pelo de güero y se ve güera? No, yo soy bien güera Sí, ay, ¿eh? Ay, no, no, no, de veras, ¿es bien güera? <risa> es súper bien güera, de Zacapo, Michoacán Así es. Y además tiene una familia muy bonita, tiene sus hijas muy bonitas. Usted es, es, es viuda, ¿verdad? Sí, soy viuda. Desde De hace, hace ya 12 años. 12 años, así es. Y no se ha dado la oportunidad al amor. O sea, no, amor. pues estoy esperando a mi príncipe. ¡Eso! ¿Estaría bien así es. sí. ¿Cómo, ¿Cómo le gustaría a usted más o menos eh, ese príncipe? Este, Digo, porque ahorita el que nos habló dice que hace 15 años no ve... pero pues no no no tiene ningún problema que no vea la persona no cuando es de buenos eso de buen no hay problema con eso. que tenga buen corazón bien bien que tenga un buen sí. buen corazón buen corazón sí así es. y cómo le, oiga doña Mari, y a usted eh, eh, eh, cómo, cómo o sea dice usted que con que la quiera más que suficiente no no no sí no. con que me quiera y este y tenga buenos sentimientos un respeto hacia mí este pues yo sería su bastón eso ah fíjese Qué bonito detalle, qué bonitas palabras, yo sería su bastón. Qué, qué, no, no, no, de verdad que. Oiga, señor Mari, y este, y pues eh, si en un momento dado saliera un hombre que, que fuera quien pudiera. Eh, no, no lo no localizaste. No, oye, Burbuja, estabas atendiendo el teléfono. Se le cortó la, la llamada, se le cortó eh, la llamada. Eh, Estraté de buscarlo, pero no, no estoy. Oye, estabas atendiendo el teléfono buscando al señor. Pero mientras tú hablabas, hey. la señora Maru dijo, yo quiero ser su bastón. Oye, sí, algo escuché de bastón, dije, oh, a ver, a ver, ¿de qué trae qué? Okay? No, no, no, pues eso habla bien de ella. No, claro, o sea, que por supuesto. Está, está ella diciendo, y, y oiga okay, señora Maru, y usted es muy exigente, perdón, digo, perdón que le diga todo eso, porque a lo mejor ese príncipe puede llegar en cualquier momento. Señora Maru, este, no. ¿usted es exigente? ¿No, es, no, yo no soy exigente. ¿No es caprichuda? No, nada de eso. Nada de eso. Nada de eso, no. Yo este quisiera encontrar una persona que me dé mi lugar, que me respete y que tenga buen corazón. Y, y, y que también debe de saber que tiene hijos grandes, ¿no? Para que Dina a veces no, no haya sorpresitas. ¿no? Sí, mi hija, la más chica, tiene 22 años. Uh -huh. Se me acaba de graduar de la universidad. Estoy muy orgullosa de ella. Muy bueno. ¿Y, el ma y, y la mayor o el mayor? El mayor ya tiene treinta. Treinta. No, no, está grande. Para mí son bebés. Sí. No, no, no, no, no, no, no, pues, no pues, definitivamente, ¿no? O sea, pues, ¿para qué le vas a andar así es? Y, y Güerita, oiga, ¿y, y cómo la, digo, si alguien la quisiera conocer en sus redes sociales, ¿cómo la buscan a usted? Si es que quiere decirlo ¿eh? Como Maru Chávez. Maru Chávez. A ver, a ver, ponle Maru Chávez bruja. nomás más para que vean cómo es la, cómo está la foto. ¿Cómo está? Maru Chávez a, a ver, vamos a ver ¿La buscas tú o la busco yo? No, búscala tú búscala. A ver, déjame, la busco yo Maru Chávez señores, para quien quiera saludar a la Maru Que quiera hacerse su amigo, suele suceder Aquí. Maru dice, álbum Rosa de la noche No, ¿verdad? Maru No, ver. estoy con un bebé, estoy con un nietecito abrazada A ver, abrazado sí. Es que le puse Ch Vázquez Maru Chávez No sí estoy en la portada con mi nieto abrazado. Ah, ah sí, ahí está. No, no, no, pues cual más que la vea, uy, no se llama Maru. ¿Qué? O, o sea, un no, piano mira, ¿qué? no, no, no, treinta pianolas, papá, no una, no un piano, treinta pianolas. Qué guapa. Ahí está no, no, no, no, no, es que es que no lo, y me gusta. ¿Sabe qué quisiera tener de usted? Sus brazotes, eh? Sus brazotes que se carga. No, dé brazo. los brazotes porque está la cámara muy cerca, pero no soy así de brasura la gente me ha dicho. Oh, oh sí. Oh, no, porque no, yo quisiera gente, y como yo, estoy estoy ten, al niño, yo quisiera tener esos, prer, yo quisiera tener esos brazos de popaya que usted se no, carga, eh. No. No, no, no me eche porra, oiga, oh, no, no me eche por no, no, no, no, no soy chavo. así, Adele. no ah, soy no? así, ah, en no la es la cámara, es la cámara Ah, pues hay, hay que órale. cambiar esa foto, eh Yo, pues yo, yo pensé digo que, que luchaba, dije, yo lo voy a preguntar, a ver Oh, mira, hay, una... hay un video donde se sube al toro ay, mecánico Ándele de... Ay, ay, ay, mire, doña Maru ¿quién Se la... cayó la cámara ¿Sí? ah, Hoy se cayó la cámara, <risa> la cámara oh, wow. Ándele, uh -huh. oiga, no, no, no, doña Maru Está joven usted, oiga, doña Maru, está muy joven gracias, muy joven, dichoso, dichoso pues mire no soy tan joven pero me gusta este siempre andar muy arreglada oh. eh, no soy de las personas que si ya soy un poco mayor se dejan no me gusta andar con mis tacones con mis vestidos con mis aretes mis pestañas perfumada cambiada oh, ay, muy papá. arregladito No, no. no soy de las personas que son mayores y, de, y se dejan. No, no, no, no, no o sea, me gusta o andar o bien arreglada. O sea, usted no huele a epazote ni tenía pepita. No, no huele. Ni, ni a la medicina que dejan allí cuando se van a dormir. Ah, ah no no, <risa> Se pasó. Qué puede. <risa> ah, no, no. Huele a frescura. Huele sí, sí. a darling. Sí, sí. sí. Oh, uh -huh. por favor. Así es. No, no, no. Yo pienso, ojalá, ojalá no me equivoque, pero siento como que. se me hace medio delicadita para los hombres mientras sean higiénicos, ¿no? ¿Se no, pues mientras sean limpios, respetuosos, este, hay que cuidarse uno también, este, sí. no, no hay que estar con cualquier persona. Ahorita ya pasa tanta cosa que si no se cuida a uno, nadie lo va a cuidar a uno. Eso sí, eso sí. Oído, Ajá, así sí. es. Y, y, y, este, y doña Mari, ¿no es exigente usted en la cuestión de, de echar gritos? Fíjese que no, estoy una persona muy tranquila. Eso. Eso eso sí tengo que ser una persona muy tranquila sí. y no soy... Uh, muy gritón así como dice usted no no no no no, no estoy, diciendo, yo estoy diciendo yo estoy diciendo que si no es de las personas que, que le guste exagerar de decir no no yo quiero no, un toro de Lidia no, carajo no yo ya no está uno en la edad para estar así siendo uno exigente y pidiendo esas cosas ya lo que uno quiere ya tener un compañero para pasar sus últimos años días que le años, quedan años, a uno años, a años que le quedan a uno yes. Eh, estar de un lado, yo sí me gustaría estar, a mí no me gusta estar sola, ¿Qué? yo este me gustaría estar con una persona, porque es muy feo llegar a la casa y ni quien diga cómo te fue, ya comiste. Oye, mira que, mira, mira tu puchunguito que te está esperando y cositas de esas, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, comer con alguien y no comer ah. sola, mis hijos ya están grandes, ya hicieron su vida, mi hija está en la universidad, acaba de salir, es la que uh -huh. ahorita me está acompañando. Pero es muy feo llegar del trabajo a nadie. Si, si llegara a encontrarse a alguien, ¿estaría dispuesta a independizarse para irse con esa persona? Fíjese que sí. eso porque Dios, mis está. hijos ya están grandes ellos ya van a hacer su vida y mm. y si uno no se da la oportunidad se va a quedar uno solo toda la vida y si es vicioso mejor no como como que le gustaría que fuera vicioso no, en el pues, alcohol que, casinero no. casinero tiene pues, que tener requisito de casinero la bueno verdad. si le gusta ir al a, sabe que yo soy una de las personas que como mi soledad en vez de estar sola en mi casa Yo me voy mejor al casino, veo gente, me tomo mi cafecito, juego. Me pero, pero se da su lugar, ¿no? Nada de que porque pero va al casino. Sí, sí, no, que, no, no. que porque la vean no, güera, exuberante, digan, de aquí nomás le ofrezco un 100 y va. No, nada de no, eso. No, nada no, nada de eso. una vez que un, quede si claro. no no se anda muriendo, no, no. Hay no. mucha gente que así pasa, pero no miden... la intensidad del peligro. No, imagínese, se va sana no. y regresa con una jiricaya. No, no, bueno. no, no no, pues no, no, no, no, no, eso, nada de eso. No nada de eso. No, sí. Pero sí me gustaría este encontrar una persona, este, para pasar los últimos años, eso. como dice usted, en mi vida, de no llegar a mi casa y esa soledad de abrir la puerta y ni quien me diga, ya llegaste, cómo te fue, ya comiste, una soledad que es muy triste. Sí. Que no se la deseaba a nadie Oiga. Mucha gente decía, ah, yo me gusta estar sola que, Pero no, es, es feo cuando la gente se enferma Ni cómo darle un vaso de agua ni nada Todo tiene que ver uno eso de que imagínese si cuando estoy enferma Ni quien me diga, ya te tomaste tu pastilla Aquí está un vasito de agua Es muy triste eso sí. Por eso a veces yo sí me la vivo en los casinos Para no estar en esta soledad aquí en mi casa Sí, fíjese fíjese cuántos hombres están solos okay. solos solos eh, dándose vueltas sin pelando el ojo para arriba cuando aquí hay una mujer que desea que dese, no desea super desea okay. ser feliz sí. que la hagan feliz sí sí sí, sí, sí es que verdad. le hagan que le hagan su tunap como ¿Eh? quien dice no no no es que es verdad es verdad que le bueno, ganó ya, ¿no? ya ya eso del tunap ya es cosa extra la no, cosa es sí, no, no, pero, pero, pero, pero requiere, que pero que está sí pero requiere uno su servicio eh. oiga no es para menos carajo <risa> pues sí somos seres humanos miren oigan pero a ver dígame una cosa a ver bruja eh. tú eres un hombre que que te estás estás escuchándola sí. y ahorita ya buscaste en el Facebook que es, quién es Maru Chávez Que ahorita, cuando ella vea su teléfono, al rato va a tener 30 mil solicitudes. ¿Cierto? ¿verdad? Sí. Entonces, este, pero a lo que voy es a lo siguiente. ¿Qué, eh, burbuja, eh. tú conoces a la señora Maru, te haces su amiga y empiezas. Eh. Eh, ¿La señora Maru se fue desde el viernes o sábado a Las Vegas? ¿Cuándo se fue? El viernes. Ok, el viernes. Y acaba de llegar hace dos horas, ¿no? ¿O tres? Sí, hace dos, okay. como a las seis de la mañana. O como a las seis de la mañana. O sea, ¿tú aceptarías que esa mujer de la cual te estás enamorando... Por, por cómo es, porque se escucha bien. Es trabajadora además usted, Amaru ¿No le gusta mantenerse? Sí, eh, no, no, no, yo a, tengo de, mi trabajo. ¿No le gusta depender de nadie? No, yo tengo mi trabajo. Eso. ¿En qué bueno. trabaja? Sí. ¿E ella, ¿en qué trabaja, dice el burbuja? Eh, es, es una fábrica de tela. Ok. Ah, órale, muy Perfecto, bien. Perfecto, bien. O sea, trabajo decente. ¿Oh? Sí. Nada de que me invitas una copita para acompañarte, nada de eso, no, no, no. Oiga. No, entonces, nada de eso. No, pues digo, aclarando, ¿verdad? Porque luego, luego, ¿cuál más está? De que no, toma tu, tu boletito rojo para que al final en el corte veas cuánto te tomas. No, ¿no? Pero mire, pregunta, déjeme decirle otra cosa. Oiga, doña Maru. Si yo tuviera un, a ver, dígame. Eh, pregunta, a don Telesuro, eh, que dónde vive más o menos. No, eso no sé. No, ah, yo vivo no. en Lombis, pero ¿En, Lombis? En, en la área de Lombis. Ah, ok. Sí, ya, ya, ya. Que, se le, que suena muy interesante y que le gustaría no, no, conocerlo. No, no, no. Ah, claro, pero para cual más es interesante. Pero eso sí, nada de que hombres casados, ¿verdad, Maru? O me estoy no, adelantando. nada de hombres casados. ¿O, o, o me estoy adelantando uno, yo? Uno, mire, es que los hombres casados, ¿qué, ¿qué voy a ganar yo con un hombre casado? Un agarrón, un jalón Oye. de greñas nomás, que la dañen no, no, de la cara, de que la dañen de la yo cara que... en, el, en el casino, que la tiren del asiento de la silla de los búfalos. No, pero mire, deje de decirle otra cosa. Si yo tuviera ya un compañero, yo ya no andaría en los casinos porque ya tuviera a alguien Eso. aquí en mi casa. Si sí. no tuviera su, tuviera su sí, sonaja en la entiendes? casa. Sí, ya claro. de menos tendría quien cocinarle, con quién platicar, con quién sentarme a ver la televisión. Ya no tuviera los pensamientos de ir al casino. Correcto, mm. correctísimo. Pero yo no estoy en mi casa por la soledad, me voy al casino porque estoy Oiga. sola. Pero espérenme tantito, hay, hay, no sé si recuerden que la semana pasada la señora Maru sí. dijo que para ir a Las Vegas, hace ocho días estuvo en Las Vegas, ¿verdad? Tres también. días. Pero Diario sí. tuvo un cambio de ropa fresco y diferente sí, estilo claro. de zapatilla. Porque me acuerdo que lo platicó, ¿sí o no? Sí, o sí, sea, es ahí verdad. Se, ahí se ve, bueno, espero que también haya habido, así como hubo ropa y zapatilla, también haya habido máscara y antifaz, porque si fue lo mismo, también está canijo, ¿para qué? O sea, la cosa es nueva, no, o, sea, o sea, hubo bien. Hubo higiene Sí, ah, sí hubo mucha higiene Yo ah. soy de las personas que traen mi, en mi cartera mi, mi, Para mi desinfectante Bien. Ay, En y, mi carro y, y cuando juega dice usted mi... que se ríe de usted Porque parece astronauta, ¿no? Cubierta con se su careta mí porque, Sí, porque traigo yo mi máscara Traigo mis guantes Y, y pues la gente se me queda viendo porque estoy puchando los botones con guantes. ¿Qué, pero pues ¿qué, qué no cree importa. que digan de usted? Vieja ridícula, imagino. ¿eh? Sí. No, no, Ay, falta. esa señora exagerada, pero sí. no qué me. Qué mamila importa. se ve, yo me Sí, yo pienso que sí. Pero mientras yo me esté protegiendo, ¿Eh? no, me, no me importa lo que la gente diga. Es mi salud y claro. es mi vida. Por supuesto Ajá. que sí. Oiga, pero a sí. ver, espéreme entonces. Eh, apenas acaba de llegar, te hice una pregunta a ti, Buruja, o sea tú eres un hombre que sí. te estás interesando por Doña Amaro, hey. y la checaste ya en el sí, Facebook, sí, sí, sí. te gustó te aceptó, ya empiezas a platicar pero tú aceptarías que la señora se vaya como, en este caso se fue el viernes y acaba de llegar hace tres horas de Las Vegas, ahorita hasta se le escucha su tono de voz desvelada pero, o sea, tú confiarías de que se portó bien en Las Vegas, porque dicen que el que va a Las Vegas va a pecar, y sí. lo que allá pero se mire, hace eh, allá se queda. Yo andaba con mi familia, no andaba ah, sola. Ah, bueno, pero es que pues yo también pude ir con mi familia, pero agarro habitación extra y hago ay, de genere a la escondida. Y luego expandida. le, echa la no, uno, me, y luego la le echan la culpa a uno, y luego pues, le echan la culpa a uno. mi maestro. Ay, ay, ay, ay, oh, sí. <risa> Mira, ¿Quién que sabe? vale? A ver, a ver, ¿y cómo, cómo están ahí? ¿En ¿Lo agarras ¿En el mismo hotel o en otro? ¿Cómo funciona? En, en, no, en el mismo. Ah, ¿En el mismo? En el mismo. ¿Te, ¿Te gusta en el, jugar con, de con, con, con fuego? No, no, no, pues simplemente dices me voy a perder, no me estén buscando porque voy a estar jugando. Porque si me llaman y pierdo, ustedes los voy a culpar de mi desdicha. Entonces no. ya con eso ya se. Buen consejo, buen consejo. Sí, así es. Y de preferencia los elevadores, ¿eh? Cerca de los elevadores. Ay, bueno, a ver, eh, Maru, estábamos en eso. Entonces, este... Eh, ¿Cómo le fue a ver este fin de semana? ¿Cuánto perdió? Sin pena, sin pena, hombre. Al fin no, nadie la conoce. no, no se dice. No, Mar, sí, estamos en confianza. Sí me conoce mucha gente, mucha gente sí me conoce. Oh, me sí, cierto, sí, Ahorita, cierto. Ok, ok. Sí, ahorita bueno, pero ya Bueno, pero, pero fueron varios miles de dólares, eso sí que quede claro, nada más. Sin decir cantidades, sí. fueron varios miles de sí, dólares. Sí, sí. Okay. Uh -huh. ok, Entonces, Burbuja, ¿usted tendría algún inconveniente en andar con una persona a quien... Eh, se, se enamoró usted Lo cautivó por su belleza mm. Pero que lamentablemente tenga ese perro vicio Depende Si yo soy, por ejemplo, yo soy casinero Obviamente me entiendo con ella Eh, si es una pareja con la que empiezas, estás viendo que se va cada rato al casino y uno, no, para empezar, no no juega. Dices tú, no, pues sabes que de aquí no es. No, pero Que también... comúnmente comúnmente cuando ya empiezas este, a andar en una relación o empiezas a conocer a alguien, como que se van ajustando algunas cosas, ¿no? Se anivelan. Uh -huh. Por ejemplo, hay personas que no eran casineras y que están con una persona que les gusta el casino y también ya les gusta el casino. Hay personas que no pisteaban, que no tomaban cerveza, que no les gustaba la michelada, por ejemplo, y ya se vientan una michelada, ya pistean, ya toman. Eh, porque pues es, es seguirle el rollo a la pareja Entonces como que te vas acoplando algunas cosas A lo mejor modificas algunas otras Pero pues eso es Basado a, a, a cómo sea la relación A ver hermano, a a ver, pero usted agarra y se hace de su pareja Un señor retirado que recibe Su cheque mensual y todo Pero qué pasa si están los dos en el casino Y usted llega y le dice, gordo Ya se me acabó el billete Y que le, y que le diga al señor Este y a ah, Sal ya llegaste. Nada más con el hecho de que usted la ve, le dice a ah, Sal ya llegaste. O sea, ya desde ahí la está ofendiendo. Y luego que la quiere callar, que le quiera callar a usted la hoga con un con un billete a 20 hey. Vete y entretene dos horas. O sea. Oh no. Ah, qué obor, qué obor. <risa> no pero pero déjeme, déjeme decirle una cosa. De, qué pasó? Déjeme decirle una cosa como ya le, le, le dije hace rato y le vuelvo a repetir. Si yo me encontrara una pareja Ya sería diferente mi vida, yo ya no estaría sola, ya tuviera con quién platicar, a quién cocinarle, con quién sentarme a ver la televisión. Ya sería otra cosa. Okay. Ahora si yo tuviera, si agarrar otra pareja, si agarrar otra persona, este no me gustaría llevarla al casino porque pues no, ¿Por qué? no, por su pasado, es... por su pasado negro que tiene ahí. Por porque pues la gente casi nomás va a perder al casino. Uh -huh. eh, no, yo digo Eh, no, me gustaría ya mejor irme a, a un restaurante a comer, a caminar ah, a la bonito, playa, bonito. a sentarme a ver la televisión, a cocinarle. Ya me gustaría este Muy bueno. a cambiar, cambiar, de, cambiar de vida. Ya no, de cambiar de vida, ya, ya no estaría sola. ya tuviera una persona con quien estar conviviendo pero como le vuelvo a repetir, llego a la casa abro la puerta, no, esa soledad y quien me diga, ya oiga, llegaste, ya, para, ya comiste, para, para final, Oiga, para finalizar, cómo a es ver. por ejemplo ahorita, ¿cómo es su día? ¿Ahorita ahorita qué va a hacer? ¿Se, se baña y se duerme o va a ir a trabajar? Eh, no, fíjese que como estoy muy desvelada uh -huh. ya me voy a dormir otro ratito me uh -huh. levanto, me baño, me doy un alm almuerzo y, y ya a esperar a que sea el otro día para irme a trabajar. Ay, ¿qué al casino otra vez? <risa> a la revancha. No, no, no, no, no, ya ahorita no. No, no, ya ahorita, no, ahorita ya no. no. Ahorita ya jura, no. y ahorita está ese jurando. Tono, ese o... tono de voz como que le dio una rastradota. Oh, sí, sí, sí. No, está reconociendo eh, que fueron eh, varios miles de dólares. Pero a lo que voy es esto. Eh, eh, ella ahorita jura y perjura que... No va a ir hasta el miércoles jueves. No, no tampoco. Mire, oh, no. Le, voy a oh. decir algo. le voy a decir algo. A ver. Yo fui, yo fui hace ocho días. Uh -huh. Este, yo no pensaba ir este fin de semana que pasó, pero como mi hijo y mi nuera me dijeron que fue que viniéramos porque estábamos festejando algo bonito, uh -huh. les dije, pues vamos, voy a hablar el viernes, el el mismo viernes hablé para hacer reservación y no tenía planeado. Yo andaba en Wilmington, me tuve que venir a, a Lombard y agarrarme un Par de cambios uh -huh. para irme a Las Vegas. No tenía yo planeado ir este fin de semana. Tampoco ando cada ocho días, cada ocho días tampoco, ¿verdad? No, no, no. Pero como tenía algo que festejar con mi hijo y mi nuera, me dijeron: Vamos, mamá, a la, al casino, a Las Vegas. Vamos, no me dijeron dos veces y si fue ah, que pero, fui, pero claro. no crea que yo ando ¿Y, yendo y... cada ocho días tampoco. Uh -huh. No. si sí, yo tuve que ir para allá y luego mi hijo no puede agarrar cuarto y, y, y pues yo sí puedo y son gratis. Los ayer acompañé ayer ayer y... Ayer. Oiga, oiga, Maro espéreme, no, ya no, para yo. finalizar. Nada más, entonces, entonces, ahorita su, su día ya es puro dormir hasta que sí. hasta que amanezca. Sí. Ya está, pues lo vamos sí. a dejar dormir. Gracias por bueno. haber compartido con nosotros. Y oiga, pues yo nomás lo que le digo una cosa, ¿eh? Sin espantarla, Ay. prepárese, porque ya ahorita más de mil... Ya ahorita a nivel nacional está Maru Chávez eh. Y la pues, van a identificar Cuando esté cargando a su nieto y vean los brazotes Que se porta Entonces, Pero ahí. esos brazotes, no, es que estoy apresionando Ah, sí, sí, que quede claro ¿eh? Pero no tengo okay. esos brazos Ya, eso sí, no, no. O sea, finita la señora. Muchas gracias y saludos a toda la gente de Zacapo, Michoacán, a la familia Hidalgo, gracias. allá en, en Michoacán. Gracias, sí, gracias ya, Maru. Eh, sí. Le mando gracias. un abrazo, la queremos mucho. Igualmente. Hasta luego. No, yo también saludos, doña Maru. Mucho. Gracias. Representó Bye. el segmento de qué te llamó la atención del día de hoy, ¿Ah, sí? ¿ya? Sí, sí. Se lo aventó. Vamos a una pausa, ¿no? Sí. Una pausa. Ahí viene Don Lion. Eh, doña Maru, te digo. Se se se dio miles, cabrón. Miles, me habló mi carnal Que si le podía prestar 50 dólares ay, joder. 50 baros, imagínate Y aquí perdió miles eh, La otra vez fueron 11.000 en 4 días Ahorita qué sé cuánto ha sido Ahí está en la línea, está escuchando ahí, ¿eh? Ay, perdón, ay, socorro, vamos Abrele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 ...al mes por un Civic Honda LX... Oferta en arrendamiento por 24 meses y 3,200 de enganche y ya saben el Civic es el sedán favorito de muchos como dicen los jóvenes de hoy es un carro muy cool o sea a todo dar y aprovechen estas ofertas del 4 de julio que se viene porque están padrísimas y con un paquito de solo 89 dólares al mes pues esto está súper bien ¿no? Vaya CarProz Honda El Monte por el Freeway 10 salida en Pet Road. Felicidades por la nueva tienda Juan CarPros Honda El Monte órale y para más detalles de esta oferta llamen al 1 triple 8 45 09 61 todas tus mañanas escuchas el show del mandril en viva 103.1 Colombia y más Oye, ¿qué? Buenos días. se Oye, alcancé a escuchar a la señora que estaba diciendo que anda queriendo un sopilote para su vida. Ya habló con usted la vez pasada? Sí, ya habló conmigo. No me conviene. ¿Por qué no? No me conviene. No, no, no. Oye, me mandan 1,322 de mi cheque para la señora. ¿Qué le dura? ¿Qué le dura? ¿Cuánto le mandan? 1,322 dólares por 36 años de haberme matado mi vida. Eh. haber dejado los hígados en el trabajo che cantidad riquítica no alcanza para nada pero pues que la mitad que se eso viente... lo sacas tú con un amarre ay, ay, ay, eso eh. lo sacas tú con una limpia oh, sí. nomás para pasarles el huevo por ahí uh -huh. y luego lo revientas y les das el significado de la yema eh. Oiga, la, ¿qué pasó? Pero con ese dinerito, pues sí, sí le alcanza para irse al casino un ratito con la señora. Esta? ¿A, ¿A mí? Se habló, sí. Pues no estás oyendo. ¡Anímese! Ella pierde miles de dólares. ¿Yo yo qué le puedo dar? Nada. Pero usted juega así despacito. Nada, nada, nada. Y luego la señora lo que quiere todavía es guerra, porque se ve fuerte en la foto, ¿eh? eh. Estuve checando, acá, Y está fuerte zona. Pero usted puede todavía. No, que si puedo. Mm. Pregúntale a tus hermanas. Ay, ay, ay, ay, hay que te, ay, no, ahí. pues pues ay, ay, nomás ay, para ay. que te quites de esa curiosidad, ay, si ay, es que todavía puedo. La tercera hermana que tienes gritaba, piedad, ay, Don, don ay, Lion, ay, ay, piedad. No te a rayar. Pues aunque no lo creas, Anche Barrabá ni sirve. <risa> bueno, pues Ahora oigan, ves. les voy a decir algo, eh. eh. Atención, por favor, público. Miren, yo sé que si me escuchan y me hacen caso... Pues hoy, desde hoy se tienen que preparar. Mm. Miren, tenemos que tener aseado a la mascota de la casa, Burbuja. Sí, sí, cierto. Sí, por favor, eh. tenemos. ¿Y por qué razón? Por la razón de que el perro bien bañadito, ese el viernes. Eh. Ay, Dios. Como oh, que Lord se me God. despegó la placa, oye. Oh, dama. No, sí. que le habían puesto de bueno y que no sé No, no, pues que... según, según, pues pinche, Los de, miren. Y, y no y no me van a dejar mentir, ¿eh? eh. Cuando tú vas al dentista, sí o no, que quien te termina haciendo todo el jal es la enfermera o el enfermero. Sí, cierto. Es la neta. Cuando usted va al dentista, da hasta coraje, porque el coraje es de que al dentista nunca lo ve. Llegas. Y te saca radiografías la muchacha, la enfermera. Cierto. Que por cierto, casi la mayoría están bien bonitas y no les huele la boca, ¿eh? Mm. Porque te están hablando de boca a boca casi. Y, y ya después de eso sería el colmo don Lion. No, exactamente. No, pues me disculpas. pero te digo algo, eh. yo conozco a una dentista mujer, con todo respeto, eh. que ay, ay, ay, ay, ay, eh. hombre, le huele a guauzóncle la boca, <risa> ay, así de ese, de ese tamaño, le huele a guauzóncle el chile verde. Eh. Bueno, pues regresando a esto, entonces agarras, y desde que llegas, ahí están ahí, ¿verdad? Sí. Están es, revisando la boca, no, que usted tiene la muela 16, el diente 8, y no sé qué más, bueno, y ya nomás llega el dentista, uh -huh. y empieza, eh, se, eso sí, ¿eh? Miren lo que hace el dentista Se pone sus guantes el cabrón Ey. Sus guantes Se sienta Se pone un aparato con una lámpara en la frente Para verte el hocico O sea, ábrale bien Ajá. ¿No? ¿Cómo se dice en inglés? Abra la boca Open your mouth okay, Open your mouth <risa> Super open your mouth Ahí, super. O sea, super abre super... la boca la chica. Abre el bien hocico bien grande Entonces, Ya que haces eso Te abren la boca Y te meten casi el reflector hasta la garganta. Hasta eh. te dicen cómo andas de las anginas. Eh. Y cuando eso sucede, ahí estás. bueno, y ya, nomás gira órdenes. No, que en inglés no sé qué, pero ahí, qué es esto y lo otro. Eh. Y ya cuando menos te lo esperas, agarran y se van. Eh. Y ya la enfermera agarra y te pone, abra bien la boca tu radiografía si te tienen que hacer. Y luego te meten un aparato con plastilina fresca. Que te la entierran bien helada en la encía y que te duele hasta el alma, nunca te ha pasado. No, la verdad, no. Nunca, no, no te gustaría que te la metieran. No, no, ¿qué pasó? Yo, Mayan? pues digo, pues para promover. No. Y ya después de eso, ándale cual, que eso sí. Eh, ah, porque ellos nunca te dan precio. Uh -huh. eh, se lo dejan a la a la encargada que se ve que es mala, miscona, con todo respeto, ¿eh? Que dice, no, eso es su trabajo, le salen ocho mil. Pero usted puede pagarlo en esto y en, en, y que sí, oye yo tengo aseguranza, oye oh, te la ven y dice, no está rechafa, guárdese su tarjetita, aquí no aceptamos eso. Bueno, para no hacértela, ya te vas, te vuelven a citar sí. y cuando te citan, otra vez te va a volver a atender la enfermera porque nunca. Si acaso al final, al final, sí. ya que te arreglaron todo, nomás llega el, el dentista y te dice, it's good, it's good. Y si no hablas inglés. Ya su traductora que es la misma enfermera dice dice que regrese pronto en 45 días eh. y pues ya te fuiste y mira lo que son las cosas todo el trabajo te lo hizo la enfermera pero dígale que la masicen fue la de usted no no es yo? que en mi caso es otro rollo por qué en mi caso son los nervios ay, ay, ay, en ay, mi caso ver. son los nervios y sabes qué es lo que pasa ay. que todos los seres humanos tenemos a tener un organismo diferente claro yo por ejemplo como soy Muy pasional. Ay, ay, ay, ay, Como soy muy ay, pasional, ay, ay, ay, ay, a la hora que desbordo pasional. mi pasión con las mujeres, eh, eh. por eso, <risa> por eso se sí, oye muy cuando pasional. le hago así. Eso qué, don Lion? Es un apretón de muelas y de dientes. Eh. Porque ahí desahogo mi fuerza. Ay, ay, ay, ay, ahí, pregúntale <risa> no. a tus hermanas. Ah, oh, pues no, pues digo, pues es que, pues yo todos que te platico lo dudas, pues, pues pregúntale. hey sister. Es cierto que Don León se deja caer la greña y, y, y, y te va a decir la tercera: eh. calla, boca, <risa> no, nomás se no digas. Pasa, don no, si yo me siento ah. bien, me siento hasta como tu hermano. ¿Quién? Profe? Yo, yo, yo. Qué, me siento como tu hermano tuyo. Eh. ¿Por ah, qué okay. pro porque he probado tu sangre? Ay, ay, ay, pues no lo creas Se sí, pasa Bueno, vamos a las líneas para saludar a la gente A ver Esta ma buenos días, ¿quién habla? Buenos días Buenos días, don Mayor? Buenos días, ¿quién habla? Aquí es su nieto Chilacas ¿Cómo está, Chilacas? Oye, qué milagro, qué milagro Oye, estaba enterándome de que te andaba dando medio calentura Tienes que checarte lo del coronavirus, ¿eh? Pero, miren Este eh, muchacho no, no dice... No. Este muchacho no tiene miedo de decirlo... Eh. Porque sabe que lo mandan a descansar... ¿O no? ¿O me equivoco? Se cachaca también, mi querido Don Layo. la mañana lo comentó, don, don Layo. ¿Oh, sí? Sí, ya nos dijo ah, que pues, tiene pa... miedo. Bo, bo, pero eso está mal. Claro. Tener miedo, por eso, no se vale. No, imagínese que esté infectado y ahí... Llegue con los compañeros. No, cáete la voz. Oye, muchacho. Mira, si quieres hacer un bien a la comunidad... Mejor sí. di cómo te sientes... Y más vale que te manden a cuarentena a tu cantón. Yo pienso. Pero si no, no ¿quién me va a pagar los biles? Pero qué no te pagan si te mandan a descansar no, ellos. Los Lion, imagínese, es lo que lo que está pasando en muchos lugares que la banda se siente enferma y no prefiere quedarse calladita para no no perder la chamba, pero está arriesgando a pues con medio mundo con quien se toque, imagínese, si trabaja por ejemplo en una en un supermercado en una de estas tiendas famosas grandes de Estados Unidos en una de las dos más grandes Híjole. y que andan los empleados ahí tocando toda la mercancía que vergüenza well, no, no, nada más anda Leon, contagiando vete y no, ahí está cañón a lo mejor no digo nada yo tuve calentura este fin de semana eh. pero hubo tres que me la bajaron ay, ay, ay, y con eso mira como nuevo eh. ahorita soy cero millas <risa> ahorita cero millas <risa> Hola, o sea, do acabo Olita, do mira ahorita salgo y me quito los plásticos ah. y parece que salí del dealer ay ay ay Usted es un high mileage engine, ya. Yeah. Pues, no sé qué quiere decir esa madre, pero... ¿Qué pasó, Chilaquil? Eh, le iba a preguntar. Pues usted que, pues, acá tiene siglos viviendo. Pues, pásenme una recetita acá. A ver, qué, pues, ¿qué ocupas? ¿En qué te está Hombre fallando? Casero, ¿Qué, pa no, pues, ¿Qué parte de tu cuerpo no, no, está no, fallando? No falla eso, pues. <risa> Dime... <risa> no, sin pena no, no, no, no, pues para bajarme la calentura Las anquinitas Esto no sé es usted usted bueno mano. para eso Mira, nada más Mira, bueno, lo único que te puedo decir es o sea que... Que, mire, Yo no sé quién es más viejo ¿Usted o Chabelo? ¿Tu mamá? Ah. Salúdamela <risa> Cuando hables con ella, dile que le manda saludos Count <risa> Ahí nos vemos, bótalo ya, chingas. Oh, a, la, a 20. Pues eh, ah, cuélgale, eh, cuélgale. Pero es que está grande usted. Usted tiene que decir la verdad. Mira, te voy a decir una cosa. Debe de, debe de estar orgulloso. Sígueme me faltando que tiene. el respeto, hijo de la Y no te la pero vas no a acabar. falta de respeto? Pues ¿cuántos años tiene? No te la vas a ¿Cuántos acabar. ¿Cuántos años tiene? ¿Eh? ¿Cuántas décadas tiene? ¿Cuántas décadas? Eh. Cuatro. ¿Cómo con cuatro? Pues tienes cuatro hermanas. A ay, diez ay, le di diez por diez. Ay, cuatro, eh, cuarenta. Vamos con más Pues, ah, ¿verdad? No te conviene, cabrón. Bueno, vámonos algo. con Cristina. Buenos días, Cristina Ramos. Buenos días. No es Cristina. O quien sea. Buenos días. ¿Quién habla? <risa> bueno. ¿Ve que es el quesero? El quesero. Mm, Está mal, se quedó dormido. dormido. Adiós. Ah, vámonos a veinte. Gente de esa no quiero. En mi show. de Don Lyon que toca lo que quiere, pura gente buena como Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, viejío, ¿cómo está usted? Un gusto saludarlo. Oye, bien, ay, don Lion, no haga, don Lion, ah, saque esa madre de irme. Dios mío, pues, perdónanos, mío. no saben lo que hacen. Ay, ay, Buenos días, muchachos, ¿cómo estás? Pero, que, que tengas una buena bien, bien, semana. bien, aquí, escuchándolo, escuchándolo. ¿Cómo te, te trata la vida? Bien, gracias a Dios, aquí nomás... esperando a que nos digan si vamos que nos digan qué esperando si nos si nos dan la, la luz verde para ir a trabajar hoy o no ah y, y eso oye pero y eso por qué oye porque ¿Qué, qué qué se supone pues que están está... pasó algo encontraron el alguien con el... ahorita está bajando mucho don Lai, está bajando un poco el trabajo. Oh, no me digas eso se supone que está reactivándose la economía y ahorita que se está reactivando sí. salen con esas cosas Ya te, ya me imagino ¿Cómo sí, estás, eh Pero aquí estamos esperando todavía No, pues, ojalá Dios quiera y Que se reactive y que te hablen Y te digan, hey, arráncate pa' acá, papá Que aquí te tenemos seis eh, palas Un pa saludo dar. ahí, don Layo Y cuídese mucho, eh, cuídese bastante Porque pues, se van de vacaciones un rato No esperamos volver a escucharlos Yo no, yo me quedo Ellos se van, yo me quedo okay. El Tatiano no pues, es el dueño el, de la radio. no, pues el Tatiano y yo Ya tenemos contrato. Se va el mandril y el burbuja. Okay. Por güeyes. Ahí nos vemos. Okay. Adiós. Bueno, Cuídate mucho. Buenos días. Ayuda. Oye, mira lo que son las cosas. Eh. Hay una persona... Una burbuja. Hay un preso, una persona que estaba presa en la cárcel aquí en Los Ángeles. Y mira qué, qué, qué, qué lo que es la ironía de la vida. Salió en libertad. Sí. Y... Na y, y Me siento triste por lo que voy a decir. Oh, ay, ay, ay. Pero su familia... ...primero esperaba con ansia... ...que saliera libre de la cárcel. Sí. Y ahora que salió... ...lo primero que decían en su mente es... ¿para qué salió, se si hubiera quedado ahí... ...a vivir adentro en la cárcel. Sí, okay. Porque nada más salió a contaminarlos del COVID. Oh, Fíjate, y es una noticia que está atravesando... ...todos los Estados Unidos. Claro. Porque, mira la familia... ...una familia latina... que todos prendían veladoras, hacían rosarios y diciendo, oye, vamos, para que salga libre mi tío, mi papá, mi abuelo, X, y que sale el señor la semana pasada, y ahorita toda la familia, a escasos dos, tres niños de la familia, que no lo tienen, los demás tienen el COVID-19. Fíjate, no, qué tristeza, la ¿eh? La neta bueno, ¿qué vamos a hacer? Tanta seña que me haces. Más llamadas. Oh, va, ah, vamos entonces. Buenos días, ¿quién habla? Buenos días. Hola, hola ¿cómo estás, mijo? Es el Pirrus, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, el eh, Puchis. Puchis. ¿Cómo estás, mijo? Buenos días, gusto saludarte. Él también está viejillo ya. Eh, no, pues ya está. No, no le escuchas la voz. Está cáscara ya también. No, deja de lo cáscara. Es de esos ho de esos hombres que dejaron huella en todas las chivas allá en Michoacán. <risa> no, tú. ¿Cómo estás? Eh. Eh. Para eh eso bueno. me gustaba. Mira, tanto. separa el cuello y trae teléfono corriente, eh. ahí nos vemos, otra, otra. Cristina, buenos días, oh, ¿quién habla? Cristina, ¿Es ese señor ahora, que no? viejillo, ahora viejillo guango, buenos días, <risa> ¿Y me saludas a tu tía, eh. buenos días, <risa> ¿cómo estás, hijo? Saluden bien, hombre, con no, respeto, uno, uno lo saluda con cariño, y, y usted luego luego alburiando, ¿qué pasó? A mí me extraña que a mí me extraña que a, que a su edad todavía le salgan pelos en la palma de la mano, don Layo. Pues ¿Cómo no? Pues si no es para menos vengo de la leyenda de Manuela, mi tía de la tercera generación de mi señora madre. Oye, ¿de dónde nos llamas primeramente? Pues ahorita ando aquí en Linwood, ya, te, ya, ya tenía una más de una hora en la línea ahí. cómo A ver, espérame tantito, miren, sí, sí, yo está. no me hago cargo de las gentes que ya estaban en la línea, ¿eh? La gente que me habla, yo inmediatamente las atiendo. Mira, acabo de entrar, ya estoy saludando. Eh. ¿Qué pasó, muchacho? Dime. Pues aquí esperando a que le... ¿A que le responda a mi hermana con los cinco chiquillos que le aventó ahí? Pues, ¿Qué, pasó, Don Lion? ¿Qué pasó? Pues, mira... ¿Pues qué? cómo se va a hacer cargo es, de la pues pensión? Mira, es que... Lo que te voy a decir... ¿Qué? ¿Qué? Corta ese cabrón. ¿Por qué? Córtalo. ¿Qué ¿Le están hablando? Córtalo. Están hablando? Córtalo. Ay, ay, ay. Vamos a hacer ahí, va ahí. Va Vamos a hacer como que se cayó la llamada. Hoy se cayó la llamada! Hey, ¡Qué lástima! Están hablando los chamacos para que se hace? Ya ni cómo contestarle ay, ay, ay, ay, ay, a la persona que nos llamó. Ojalá se vuelva a comunicar. Ay, ay, Adiós. Ay, ay. Otra llamada. ¿Qué? ¿A qué le saque? Okay? Buenos días, el que se equivocan. Ay, ay, Buenos ay, días, ay, ay, ay. ¿quién habla? ¡Ay, qué rico! ¿Quién habla? Un marido de mujer. Buenos días. ¿Cómo está usted, no. oiga? Buenos días, chingón. ¡Hablen, ya contesten! Ves. Bien, bien. Bueno, buenos días. ¿De dónde nos llamas, mijo? Buenos días. Buenos días. Ya un cuatro veces. Buenos días. ¿Cómo estás? De, de Tijuana. ¡Ay, de Tijuana! De Tijuana nos bien, hablas. Bien. Oye, eh, oye, ¿y allá en Tijuana qué andas haciendo? ¿Allá vives o qué? Eh, acá está, está lloviendo por acá ahorita. ¿En Tijuana? Bueno, es que ha estado nublado, ¿verdad? Ah, qué loco está este clima Pero ¿saben qué? No. Hay, hay que darle gracias a Dios Que está lloviendo porque así Tengo un consejo, a ver, tengo, tengo un problema A ver, ¿qué pasó? Dime ¿Qué pasó? Soy, soy, de, soy, Dan, soy Denny de apellido no lo quiero decir, sino, ¿sabe quién soy? Denny Empecé con P. Eh, Lo que pasa es que Mi hijo tiene 14 años Y su mamá le encontró fumando guac. No sé qué, cómo Sobrellevar eso, con él, hablar con él A ver, eh, espérame a me deportaron hace como, oh, hace siete meses Oh, sí, sí, sí, sí, sí. A ver, o sea, a ti te deportaron hace siete meses Y tú tienes un hijo aquí en Estados Unidos, o dos, o cuántos son Sí Ok y, y su mamá lo encontró fumando dos? Soy, soy Danny, Daniel Oh, Danny, Danny, Danny, ¿es Danny? sí, ah, sí, ya, bueno. él, sí ya, ya habíamos hablado con él Sí, ya habíamos hablado Apenas reciente iba iban a venir a verme, nos dijiste, ¿no? Tu familia Sí Okay. Ese, el día del padre. Y me acuerdo que muy entusiasmado nos dijiste que La iban a ir. La semana pasada me dijo esta de semana. Pero lo encontró fumando guas, ¿sí sabes qué es guas, verdad? ¿Qué es burbuja? Eh, es como una. una como droga. cristal. No, no, no, no, no. O como qué es? Es fumado. Ah, es fumado. Bueno, pero oye, mira, mira, como, Ya me imagino Es como, como... Es como marihuana pero más baja. Ok. Riendo. Bueno, oye, pero cuando le encontró, ¿qué argumento le dio tu hijo a tu señora? Pues, lo que le haya dicho, lo que le haya dicho, pero, ¿qué puede hacer? Lo que único que, pues que te, te pero, puede... pues, Lo que pasa es que, pues, él no lo puede comprar, o sea, alguien se lo tuvo que haber comprado, pero... O alguien se lo regaló se lo para comer, arrancarlo pero en la carrera. Pero... Ok, mira, te voy eh, a decir algo. Pero, como yo estoy... le pregunté yo a él, que ¿por qué lo hace? Y él dice que porque se siente solo, que yo estoy acá, que te me extraña mucho, que porque sus amigos tienen a su papá, que lo van a sus cuadros con él, y que él nomás va a su mamá, que por eso lo hace. Y no me lo vas a creer, pero era con lo que iba a arrancar a decirte, ¿eh? ahí está la prueba clara de la ausencia tuya. Si estuviera aquí, tú, en este caso, aquí estuviera el yugo de... Órale, aquí está el protector, pero pues ya el destino quiso que... Oye, nada más como sí, pregunta. Siempre, siempre cuando está el, el cabeza de familia, pues siempre siempre hay más... hay más este, como Protección, más pues, ¿eh? de todo, claro. Pero te voy a decir algo, ¿eh? No en todos los casos. Hay hay casos en el de que existe el papá y la mamá aquí y se la pasan trabajando y se olvidan de los, de, de, de los compromisos que hay con los hijos. ¿O no es cierto tú? sí, la verdad que aunque estén aquí, pasar. ya el que es es. Sí, pero pues, pero sabes qué, Danis Dennis, o no, como te llames yo, esas personas, pues, yo, era, yo le ayudaba a hacer la tarea le ayudaba a hacer la tarea todo, jugaba con ellos es como la canción de, que dice de Franco De Vita de no basta, ¿verdad? no basta, darle todo lo que uno no tuvo bueno. lo que ocupan son tiempo, tiempo de calidad y siempre lo pues, con yo estaba, siempre los se los di mira Danis, ahorita lo que lo que te lo que puedo hacer ya por ti es muy diferente, es muy diferente Lo que puedo hacer por ti eh. es que, que el padre Telles hable con él. Claro. ¿Cómo se te hace eso? Sí, es buena idea, don Lion. Que le hable y que le haga entrar en razón de que está tiempo de que se retire de esas cosas. Y más, cuando hay que decirle a los hijos, en este caso que son hombres, que ellos son los que están en tu lugar, Danis. Porque él se supone que es el hijo que, que está junto a su madre para, sí. para responderle como guardián, como gladiador. No, imagínate qué confianza de que sea el chamaco que, sí, sí. que tenga que echarle la mano a su mamá y que salga con estas arrugadas ya en la ching de plano. Ay, oh, no, qué coraje. Oye, no te vayas ahí, ¿eh? Sí, hay que no, un poquito. No, no te vayas. Y pre, oye, lo que sí, prepara sí. prepara un papelito y un lápiz ahí para, para darte un número. Sí, que aguante. Sí. Aguántanos ahí tantichito vamos, Con este amor la Ya nos vamos Don Vámonos. Burbuja hey. Estás agarrando la misma cara que Lucía Méndez ay, ay, Toda ay, jodida, ay. ya nomás <risa> Tienes acabado con tus experimentos Y con todos los espíritus que se te meten a cada rato la, Y felicidades a... Porque sé que el sábado Comiste ¿Qué? aceituna nueva. Oh, sí. Y que dentro de nueve ah, meses. no decir nada. Saldrá. Ya, ya están ahí. Con del, así. Ya. Como cuando salen los artistas no, de, sí del el escenario. Eh. Que, que salen como astronautas ...del en medio del escenario. Eh. Así va a aparecer alguien que le haga. cuña cuña ¿Qué te toca, Ya te cuarto. quiero ver. Na, na, Yo voy na, a ser el padrino de esa criatura. Oh, sí. Yo voy a, a ser. sueños online. Y se ¿no? va a llamar ese niño. Eh. El fin de semana. <risa> Así está. Fin de semana, no Cisneros. Nada, no, Te vemos, no, no. Ya pero... no pueden, Ya no pueden. Ya chispoteándolo. No, Ahí nos vemos. Ya, ya voy a chingarme. Ya no pasa Yo nada. Voy ya voy a chingarme. A 20. Ya, ya, ya. Así Oye, don Lion. Y por cierto, quiero decirles que este es el año que entra. Voy a ser el rey de Carnaval de Río de Janeiro, ah, para que vayan a verme, eh. Ya no aguanta llegar. Ya les encargo. Ya. No aguanta esta ira. Eh, oh, ven. Oh, pues. Venga oh, esta. Mola, le. El pedazo. Para que poco a poco. Ah, qué oh, es? Le voy a presentar. Le voy a presentar una tropical. de esas señoras. Mejor. A esas sí son de su camada, no, de su edad. No más ir en partes. No, que pues. Tan guapas. Oh. Esa sí, esa sí guapa se le viene ¡Guapa esta! Oh, ¿qué ¡Ey! está guapa! se claro, fue! ¡Hola, está guapa! Esa está ya... chula! ¡Ey! Esos están de su camada ¡Lléguenle! ¡Nada! ¡Ándele! ¡Nada, nada! Nos vemos ya uh... Sigue te burlando de mí, cabrón ah, ah, Así como me ves Te verás eh. Vas a ver, perro ¡Ja, Ahora oh, oh, oh, oh, oh. está, perro! ¡Oh, cállale! ¡Ja, pues. ah. ja, Hermanitas Cisneros, agárrense, porque sé, se me hace que el fin de semana up, les voy sí. a hablar a dos, yeah, ja, ja, para citarla. <risa> sí, <¿por qué? risa canary> Comunícate con el Show del Mandril, 844-274-4630, ¡Viva 103.1! Muy buenos días, señoras y señores. Gracias por acompañarnos aquí en Viva 103.1 Cumbias y Más. ¿Cómo está, Burujita? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Feliz inicio de semana para toda la banda. Otra hora más. Sí, una hora más. Nueve de la mañana con seis minutos. Y estamos despidiendo ya, pues como quien dice... el último lunes de este mes de junio. Así, ya, ya, ya, se acabó ya, el mes, ya. ya, ya, ya, hoy se termina, ¿no? Oh, no, mañana, mañana. Maña, mañana, mañana es el final del mes, y pues bueno, como tal, pues bueno, efectivamente, ya despidiendo, entra el segundo semestre ya del año. Correcto, correcto. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en, empieza los últimos seis meses, que estos seis primeros meses, ¿qué nombre le pondrías tú a estos primeros seis meses del 2020? No, pues el, es el, es desastroso, yo creo, porque Catastrófico. falta. Catastrófico. Eh, imagínate ahorita, eh, ya estaban eh, todo pues como que regresando. A la normalidad. A la normalidad, poquito a poquito con algunas restricciones, y ahorita con mucha de la banda que no entiende, que no se cuida, pues ya empezaron otra vez los eh, a cerrar por ejemplo los bares, los centros nocturnos, no lo dudes que en cualquier ratito otra vez vengan los casinos, y vengan este otros eh, pues servicios que sí son de primera necesidad, como los salones de belleza. Así es, oye, fíjate que una curiosidad, ¿eh? una curiosidad, digo, no es el tema, eh, no es el tema nada más como, ayer me tocó ir a misa, ya tenía más de tres meses que Que no iba a misa y fui a misa y en la ciudad de Commerce y te toman el nombre y el teléfono oh, a la entrada de la iglesia, te anotan tu nombre y el teléfono, desconozco para qué sea. Lógicamente, y ya después te ponen el líquido de las manos, genitais, te llaman, okay. y luego ya de ahí, este, pues te ponen, somos cuatro, las te ponen tus mandan a alguien a que a que ponga, a que desdoble las sillas, y te las ponga donde te va a tocar. Órale, órale, órale. Y ya de ahí, o sea, si vas en familia te pegan junto con la familia. Claro. Si vas separado ya te, te, te ponen. Pero. Si son dos, son dos. Pero y... de, tienen el distanciamiento de sí, eh, sí, familia sí, sí. con familia pues. Sí, claro, ah, claro. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Pero lo raro es eso. Pero sí, este, eh, hay, hay una, hay una, este, que en la misa que se da la mano, la paz. Claro. No se da la paz. Claro. Nada más, nada más, me, no, nada más dicen la paz del señor con usted. y nada dice, como decía después, dense la paz. Nada. Claro. Nada, no dan el, la hostia. Ok. Hasta el final se pone alguien, a, ya es cuando te vas. Quien quiera tomarla, la toma. Pero bien raro, muy, o sea... No sé, es muy, muy, muy, o sea, muy, bueno, más que nada será por la costumbre, ¿no? Claro. Que se vivía anteriormente. Pero bueno, pasemos a esto, señoras a y ver. señores. Resulta de que el presidente de los Estados Unidos, el señor presidente Donald Trump, hizo una invitación al presidente de México, que es eh, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, le hizo una invitación para que esté en estos próximos días aquí en Washington, en la Casa Blanca. Pero resulta que, pues, gran parte de la comunidad mexicana dicen que no vayan, y hay también gente aquí en los Estados Unidos, que dice no debería de prestarse el señor del presidente de México porque el presidente de Trump nada más lo quiere ocupar, lo quiere utilizar para, para cuestiones políticas de campaña. Pero ahora resulta de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que el no venir a Estados Unidos le causaría, pues que se las cobraría muy mal. Yo no sabía, fíjate, desconocía de que eh, eh, Enrique Peña Nieto le canceló dos veces a... A, a, a al, este, presidente, al, al presidente Donald Trump órale. Las venidas a Estados Unidos Dos veces le canceló El mandril cuando según dice que va a ir a un evento Y no va ¿Eh? ya, De último momento <risa> cancela ¿Eh? no Oye, pero eh. qué increíble Imagínate un presidente de México cancelándole al presidente de Estados Unidos claro. dice, Bueno, y ahora que pasó esto Y que la estaban pensando si, si cancelaba o no Fue cuando sale a relucir Eso que te estoy diciendo okay. De que Este, el presidente Peñanito dos veces le canceló que para ti es bueno o malo ah, pero también dice el presidente de México si no voy, se las va a cobrar muy caras si y me, me puede salir más caro a mí que el señor Donald Trump, yo le cancele eh, ¿Cuál sería su opinión de usted, señor Burbuja? Eh, yo pienso que... ¿Que venga o que no venga? Sí, yo digo que venga. que venga Sí, yo digo que estaría bien Que pues igual, ¿no? Si se le está haciendo la invitación que venga, obviamente él va a estudiar la situación de, de lo que va a hablar si hay algún tema incómodo o algo, pues igual Eh, tiene el no más que de... diga como en la baraja paso Ahí, ahí, ahí la vemos, claro, no, no, no tiene nada de malo ¿no? Que no vaya Así es, bueno, vamos a ver con nuestra queridísima opinión Que es el sector popular El sector que es a quien en un momento dado más Le creemos que es nuestro auditorio del show del mandril Aquí en Viva 103.1 Que venga, o que nos vamos a la línea 3 Buenos días, ¿con quién hablamos? Pila, pula, pila, pula. Que, no, que no venga Que fila, no venga, fila, ya fila, está, que no que venga, venga. <risa> listo, gracias carnalito, bien, que no venga, vamos a otra línea telefónica, así es, buenos días, ¿quién habla? Álvaro, que venga o que no venga Amigo. el presidente de México, ¿cómo estás Álvaro? Buenos días. nada no, ¿para qué viene este camarada? Mejor querer los problemas, sabes que es madre ahí. Y sí que está caliente el terreno ya, ¿eh? No, sí no, no, está que está calientito le mueva, el terreno. Que, que no quiera. venga. Oye, es ¿Qué pasó, mi querido Álvaro? Que salen del aire ahora un rato. Mañana, ¿sí? mañana, mañana. Mañana es nuestro último día. Mañana. Pero sí, pero de todas maneras, aquí está la programación de Viva 103.1. Madrid, no, ¿por qué no se abran, abran como el burbuja de la hora paranormal? Una, una, ahí en el Facebook Live, todo eso, un programa oh, para que se, que se quítense de cosas. Muchas gracias, Carlos. la raza. A la raza, te aseguro que si la raza lo pones a opinar, yo pago cuatro noventa nueve por ser soporte ahí con burbuja. Yo pagaré otros cuatro o cinco bolas ahí para escucharte ahí en la mañana a toda la banda, porque por pues la banda está agüitada. Muchas gracias, pues te tale, eso Te agradezco mucho, hermano. Gracias, Piénsalo gracias. Ahí, póngalo ahí en la báscula. Gracias, hermano. Oye, pero entonces dices tú que no venga, ¿ah? ¿eh? En cuanto a la pregunta. Que no, que no venga, ya está No, que no venga. Que no venga, pa, que está muy caliente el terreno en México. Vamos a las tres con María Carmona, eh, Ernesto, Ernesto Ramos. Amigo Ernesto Ramos, ¿cómo estás? Buenos días. Que venga o que no venga, el sastre de la opinión. Eh, bueno, <risa> venga o no venga, de todos modos, hacen lo que quieren. Te digo, cada quien busca este, sus convicciones y, y cada quien va a decir cosas. Si les, si les sirvió venir, reunirse, ¿de qué hablaron? pero al principio había mucha hipocresía del presidente de aquí de, de Estados Unidos, de que nos tiraba, que iban a pagar el, el muro, y ahorita está como cedita, ¿por qué? Porque son las elecciones, hay pura conveniencia, es pura hipocresía. Eh, el, el, se, el segundo martes de noviembre es el donde se va a definir si se renueva cuatro años más o definitivamente entrega el puesto a su contrincante, que es, es, en este caso sería el señor Byron, ¿no? Sí, así es. Oye, Mandril. ¿Qué pasó, mi querido? Ernesto? Referente a lo de mañana, referente a lo de mañana, ¿este vas a pedirle el aire porque van a ampliar la, la señal o, este, o, o? No, no, es un receso, sí, es un receso sí. que, nos, que nos dan ahorita que, que estamos tomando, Ajá. este, pero to, todo viene en estos días mediante. Yo creo que, este, esperemos que pronto pase cualquier cosa para, ojalá, si es que se puede volvernos a escuchar. Eso que ni qué. Sí, pero yo no quise... Yo no quise... Yo lo decía de vacilada que iba a entrar el, el, el Burbuja a tu programa, pero parece como que ya... Ya va a entrar, modo... Ok, entonces escucharemos al Burbuja. No, que pues... <risa> <¡Lárale>, cabrón! <risa> ¿Qué eh, pues? Eh, Ahora después eh, de conclusiones más feas tú también pues, vale? Te digo. Hasta le hiciste levantarse de donde sí. estaba. Vamos a otra línea burbujita, por favorcito. El teléfono en cabina. Es el 844-274-4630. 844-274-4630. Buenos días, ¿con quién hablamos esta mañana? Buenos días. ¿Aló? Hola, ¿con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Hola Rosita, Hola, Rosa. ¿Cómo, ¿cómo está? Mandril. Hola Rosita, ¿cómo está Rosita? ¿De, de dónde nos llama Rosita? Sí, soy, soy la persona que vendía biblias ahí en San Marcelino, ¿cómo está Madrid? ¿Que vende birrias? Vidrios Ah, vidrios que vendía biblia Obvio. ¿Biblias? ¡Oh! ¿Cómo está señora? ¿Cómo está mi mandrín, que me lo bendiga Gracias, la Ay, agradezco Lo traigo mucho, mucho y sé que estoy escuchando ahorita que se van a ir pero muchas bendiciones, que Dios me los bendiga a todos allí, muchas gracias, a, a, a Rurpujas, a todos, a todos, a su familia Madrid que muchas. Dios me los bendiga, que Dios los cuide mucho y los proteja, muy amable, muchas gracias, sigue sí. vendiendo, sigue sí. vendiendo sus biblias, no Madrid no. ahorita este he estado pasando unos problemas acá en casa, este murió una de mis suegra, mi suegra, apenas el sábado la fuimos a como la incineraron Fuimos a tirar al mar y bueno, estamos Pasando pruebas madre oh, ánimo, Pero oh, ahorita Nosotros Les le dio también el coronavirus Ahorita tengo una hija que se me está Poniendo muy preocupada porque en el Trabajo encontraron una Persona madre y ahorita pues vamos a Tener que nosotros también hacernos prueba Porque ella trabaja en un Hospital de, de eh, Animalitos y una persona Estaba infectada y pues ahorita estamos pasando por Manuel, madre, también por mi, por mi familia. ¿Cómo no? Con todo el gusto, amiga. Y, y le mandamos un abrazo, a su esposo, por favor, y a toda su familia, eh. Gracias, gracias muchas bendiciones. Ah, ándale, pues. Hasta la vista. Gracias. Gente, qué, qué increíble, ¿no? Sí. Este, como donde quiera, eh, burga, donde quiera se cosen las habas. Vamos a la línea telefónica. Caguachi Mix, cómo estás, buenos días. Gusto saludarle, Camwatchy. Que venga o que no venga el presidente. ¿Qué opinión tiene usted en referencia? Buenos días. Uh, mira, carnal, este, venga o no venga, de todos modos, el señor este que está haciendo todo lo posible por ganar otra vez las elecciones, uh, si viene y gana, pues ahí le va a dar como un pedacito de pan, ¿No? De algo, como, como un aliciente nada más para que se sienta bonito el señor, el, señor, el señor. Y si viene y pierde, se van a acabar el pueblo y viejillo de todos modos, se van a decir que es un quien sabe, de por sí, así que se lo están acabando, que es el culpable del coronavirus, que por su culpa se cayó, el sistema. todo le echan la culpa, pobre viejito, imagínate, <risa> imagínate si no si viene y de todos pasa o no pasa algo, mira, son cuestiones políticas, la gente que se deje de andar pensando en lo que va a pasar o no va a pasar, y algo bien importante, facilito, que dijo esta señora, allá a un camarada hace rato, no sé cuál era, a eh, uno que tenía COVID, pero que no quería hacerse la prueba, no sé cómo se llama, Ya hace lacito llamó y dijo que la neta no quiere ir porque tiene, tiene miedo de perder su chamba. El Chilaquil. Ay, El Chilaquil. Chilaquil, ¿no? chilaquil, mi camarada, está saliendo a la señora y todo lo que le está pasando y por culpa de alguien que como tú me querías hacerse la prueba, ¿qué la carnal? Porque si no, le van a venir más y más y más. mi hermano? Sí. Oye, pero imagínate nada más, qué increíble, bruja, claro. Que no quiera decirles en su trabajo que porque lo van a mandar a descansar, como tú decías. No, la verdad. Y necesidad. eso es lo que está pasando. Que mejor se quedan a chambear y. Claro. No sé, oye, se, pero se profundiza más eso y para qué quieres. Gracias, mi queridísimo Caguachi. Vamos otra línea telefónica. ¿Alcanzamos? Venga. O si tú nos dices, ¿eh? tú me dices venga, a dónde venga, le paramos. Venga. Buenos días. ¿Con quién hablamos esta mañana? Buenos días. Hola, Enrique. Bueno, oh. ¿Qué tal? <ríe> ¿Qué tal, mi Enrique? ¿Cómo estás, amigo? Enrique Zamora. Andamos, Madrid. Órale, Simón. mi Enrique. ¿De dónde eres originario, Enrique? De, ayuda que te habló, de Tacubaya, allá. Ah, de Tacubaya, sí, órale. Pero... Ahí está, nuestro amigo de la criminalidad, pero... tremendamente. ¿Qué pasó, carnalito? Pero acá andamos en Nueva York, ahí está mi área seis veintiséis, ahí tú conoces esta área, ahí por la puente, ¿verdad, pillón? <ríe> ¡Órale! <risa> ¡Eh! pero bien, estamos acá bien, en Nueva York. ¡Órale! Ay, ¿Y qué andas haciendo? ¿Hasta allá andas chambeando por aquellos lados? Sí, ya ya te, vamos para dos años acá en una granja javícola y pues acá todos ¡No! los días <risa> trabajar. Pero fíjate, pero anduviste de pícaro por acá y ya he escondido. Ay, ¡Qué ey, buena onda! ¿Quién lo va no? a...? Nadie, nadie sabe oh, que está no. entre gallinas y caballos. Eh, Así no, Estuve como 20 años ahí en la ciudad del monte, más, más de 25 años ahí andábamos. Órale, qué buena onda. Oye, carnalito, eh. oh, dime ajá. dime tú primero, dime. O oh, te iba a decir de rápido ahí del ese del, del Díaz ese que luego habla ahí luego no habla y nada más me da una risa como dice porque él mismo se contradice porque dice que todo lleva un proceso y entró con su visa de de, este, de trabajo y todo eso y luego al final dice, no, es que todo lleva un proceso pues todos los indocumentados, los que entran con visa, sin visa, y los que se quedan Quedan aquí, al final, si son este, ciudadanos por, digamos, por los papás, por los hijos, por a que se casó, todos igual llevan un proceso, unos requisitos, y el juez de inmigración, por si los cumples, ahí está tu ciudadanía, ahí está tu residencia. Correcto, todos. correcto. y también ajá, y también él dice que le quitan lo, los de DACA todos eh, los trabajos a los de aquí pues o sea, él es el, el que empezó a también a quitar porque le, eh, a la, le dieron una visa de de trabajo no entonces vino y a quitarle también lo, lo mismo igualito, igualito igualito y ¿por qué crees que ahorita Trump está suspendiendo esas visas porque dice que no le quiere que le quiten los trabajos a los de aquí entonces, listo el señor nada más habla ya me da una risa <risa> es Enrique analizando lo sí. que dice el buen día, así, Imagínate nada más. Oye mi querísimo Enrique, pues, y allá, hoy y, y, y, ¿cuánta gente trabaja allí en donde estás tú en el área avícola? Oh, pues lo que pasa es que son diferentes áreas. Está una de que es los patos, es la matanza. Desde que los crían, desde que están chiquitos ¿Ay? hasta que ya para la matanza. y este y la empaque y el hígado pues de todo que es lo que más vale de un pato el hígado, está grande, el hígado no no es un hígadito chiquito, no, está grande, grande, y vale muy caro, son como para tipo este gourmet, todo eso y también vienen palomas, bodornices y que gallina, ahorita la gallina hay diferente tipo de gallina, yo estoy encargado de pura limpieza de las cajas, de las que llegan de, de cuando mandan aquí a la ciudad de Nueva York, estoy como una hora veinte minutos de Nueva York. y ahí son las que mandan, entonces enc encargado aquí los camiones y eso, y el dato, pues es como un rancho, hay diferentes... Oh, este, oye, llama? pero fíjate, en ah, Nueva York, en Nueva York, que se supone que es no un área, hay. pues, o sea, de puros edificios, zona de negocios, y y, y, y que estés a, trabajando en esa área, dices que ahora y 20, ¿no?, pero de todas maneras, increíble. sí, sí, sí no, sí. Oye, oye vaya mano. La, plan no, la planta, la planta está allá, la, la, cuando la matanza de la gallina está allá, por eso pues, cuando pasó todo eso descansamos como o sea, una semana y, y aquí es, pues, todos los días se trabaja todos, unos trabajan sábados, otros domingos, pero todos los días casi se trabaja ya hay que darle de comer y todo. Oye, hoy, hoy, siempre aprendemos algo nuevo, ¿no? Y hoy vamos a aprender del hígado de pato, entonces el hígado es choncho, grande. Sí, es grande, grande, casi como, sí, no, así está grande como, no tanto con la de res, pero casi, luego lo hacen, lo preparan, no, sabe bien bueno, y eso dice que son como para banquetes, para restaurantes acá, muy acá, yo nunca lo había probado, no. O sea, o sea en, en Inglaterra, la la reina Chabela se avienta sus hígados de pato. Eh. <risa> sí, sí. <risa> Ay, qué... Fíjate, qué increíble, no, no, no, ¿cuándo te puedes haber sí, imaginado? Ahora cuando veas ahí en el parque de los patos en Wilmington a los patos, y ellos cargan un mal, a les arrancan el corazón, el, el hígado, porque es lo más costoso. Oye, ¿y, ese, no, ¿y eso, es. cómo, y eso cómo lo venden, este, por cajas o por qué? A eso sí lo sí, se lo quitan, lo preparan creo y este, ya eso sí los venden por caja. Ajá, ya lo demás, la, lo que es lo, la, lo, sí, lo despazan, lo, lo la pierna, este, le sacan también lo que es todo de eso, del boche, todo eso. Pues mi esposa sí. es la que está ahí yo estoy en el lado de las gallinas. Porque, Porque acuérdate, tiene varios terrenos esta compañía. Muy, acuer, o sea, ac, muy acuérdate que la hiel del pollo siempre echa perder todo, ¿eh? Ajá. En no, este, si este caso, es diferente, sí, la, la hiel del pato. En Mato. Nueva York, allá. O sea, híjole. Oye, hermano, y por último, nada más. ¿Y si se gana bien o dos, tres, a comparación de California? No. Pues acá es la verdad, sí, yo estaba en un taller mecánico y luego luego me dijeron, pues es que no hay mucha gente, por eso claro, también tienen que pagar pues, más o menos bien, porque tú sabes que es medio cochino todo eso, y andar acá y andar allá, uh -huh. y este me dice, no, pues vas a ser el encargado ahí para que manejes unos camiones, y dice, pues órale, luego luego me aumentaron, <ríe> les digo, pues bueno, así sí baila mi prima, dicen. Ah, pues cómo no, <ríe> no así no? es. no dice el buruja que también si es que hay que oler a cochinero pues contarle que haya clavo porque mira aquí en sus experimentos luego de repente también le toca olfatear cochinero ahí vas, ahí vas, ahí vas, y el incienso no es... ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, oye hermano pero nada más como curiosidad de cuántas de cuánto estamos hablando a la hora que por cierto aquí acaban de declarar el, que sube el aumento al primer, el primero de julio sube el aumento de De Los Ángeles, Uruguay. El, salario mínimo, el salario mínimo. sube entre, los unos subirán a 15 y otros a 20. Allá, ¿cómo está tu salario? Ah, Bueno, a mí, no, ¿a qué pagar más del mínimo? Ahorita estamos ganando pasado de 15.50, pero para este año, pues ya van a ser dos, ya a lo mejor le alcanzamos los 16, pero yo trabajo seis días a la semana. Ah, ¿Hola? Y mi esposa, ella sí también gana más, aquí creo que el mínimo está doce, ella gana como 13.50 por ahí. Órale. No, pues está perfecto, hermano. Muy bien. Te mandamos un saludo, carnalito, y saludos a la gente de Nueva York, ¿eh? De por allá. Sale, Manil, ahí te andamos escuchando, y suerte. Órale, pues vamos a una pausa y regresamos con Tatiano. Ya llegó Tatiano. Ahí viene Tatiano a continuación. Señoras y señores, gracias por acompañarnos aquí en Viva 103.1, cumbias y más. El show del mandril, en Viva 103.1, cumbias y más. A lo largo de la historia en el mundo entero, hemos escuchado de fenómenos y sucesos paranormales sin una explicación científica concreta. Algunos fueron elegidos para mirar, escuchar y vivir una experiencia paranormal. Pasé. Creo que dijiste Jenny, ¿me podría repetir nuevamente tu nombre? Ahora te toca a ti Ver, escuchar Y vivirlo en Hora Paranormal hermosas! Buenos días, hola. Buenos días, burbujita. Buenos días. ¿Cómo estás, Eduardo? Oye, tengo una curiosidad. De fin de semana te quería llamar, pero no, dije, el lunes lo voy a ver. Ah, ibas a empezar ya. Así es. No, semana. nada más quería saber ¿Qué si es que te había llevado la pistacha contigo. No, claro que no. No te la llevaste. No, ese fue una fue un grupo de investigación solamente, ah, no era, okay. no era No eran los okay, familiares para bien, arroz. bien. Aparatos reproductores de otra índole, ajenos. Ah. Perfecto. Nada más tiene esa curiosidad. ¿Qué es quieres reclamos así? Que no, no, no, nada más. ¿Eso reclamo es que, o qué? Me pongo celosa. Me por qué Me pongo te celosa? Por lo que fuimos en, la, en el pasado. Ya están cáscaras. Por lo que, que fuimos. Fueron. Pues cáscaras, pues, cáscaras, cáscara, pero es un na, favor na, si no, no, no te lo dejan ya hacer. No, no, no, Y más no, si son no. de mano rasposa. Oh, por favor. <ríe> ¿Y qué Perdón? tiene que ver eso? Pues mira, pues ¿cómo que qué tiene que ver? Ya no, Tatiana, dianeras señoras ya. Eso dices. Eh, pero bueno, ya, todas, te, pues, así le dijiste a mi tía y a mis dos primas, ay, ay, ay, ay, ay, eh, ay, y ay, ya ay. pasaron por tus armas, no, claro que no, claro que sí, a... les dejaste rosada con tus púas los cachetes, ay, ay, ay, ay. bueno, oigan, el día de hoy, amigas mías, ¿cómo están? Gusto saludarles, les tengo una buena noticia, porque les voy a decir desde ahorita su horóscopo de todo el mes de julio, ¿No? Bisco, de todo, no, no, no, no. Vale. es de todo el mes de julio, porque ya mañana comienza julio, eh, pasa mañana, tema, ¿vale? traigo muchos temas, ¿no quieres trabajar? ¿Y ¿Qué tiene que ver eso oh, del trabajo? Pues. ¿Qué tiene que ver eso del trabajo con los, con los oros? ¿Cómo es Ay, que les quiero decir? Cuarto, Atención, Aries, Aries, por favorcito. Rápido se los voy a andando porque luego con la legata que tenemos. Es, oye, ahí está Maida todo en la línea 2. No me digas con tus oros. Como, oh, por fin, qué chicos sí. se entiende a ti, carajo A ver, pues vamos con Maida. A ver, Todd, vamos. Pues. Oh, ¿quién, ¿quién te entiende? Maida, ¿cómo estás? Buenos días, amiga. Hola Tatiana, Hola, ¿cómo estás amiga? Sí. Gusto en saludarte es gusto Gracias, gracias Oye, tú no paras, bueno, yo te veo que no paras Desde que Dios amanece hasta que Dios anochece Y todos los siete días de la semana Consígueme un marido como el tuyo Es importante este, Sí, el pues no parar. Si no, si no, si paramos Como que no funciona la cosa Claro Por supuesto que sí. Si tenemos, quieres tenemos si quieres dejar historia, tienes que trabajar. Y tú lo estás haciendo. Exacto. Es lo más bonito. Y sí, ustedes también. Sí. Ustedes también, pero hoy Tatiana estoy llamando por varias razones, Una porque yo estoy enojada porque pues se van a ir de la radio ustedes. Y y como que eso no, ya estábamos bien, son una Madrid, burbuja, yo no sé cómo va a estar la cosa, pero cuando yo desperté me... hoy sí como que no me sonó la campanita, y cuando me di cuenta que estaban diciendo que se van ustedes, digo, bueno, ¿qué está pasando ahí, ¿no? Pero, eh, va la onda porque le ya pues vamos a tener que hacer una, una protesta como el George Floyd que toda la gente se reunió y nos vamos a ir a parar a la radio, que queremos al burbuja ajá, no. queremos <risa> porque, no, oye Este no se vale, mira, la verdad son una un buen show, un buen programa. Eh, le dan mucha oportunidad a la gente gracias al su programa de ustedes. No sé por cuánto tiempo se van a ir, pero ojalá no se fueran y si pudiéramos hacer algo con gusto lo haríamos. Eh, gracias al programa de ustedes hemos podido ayudar personas. Eh, eh, ayudamos al señor Julio Mandril, tú lo sabes, al señor Julio Peralta con su hija. Eh, gra conocimos a Luis que nos nos donó ese carro para para esa chica que tiene una necesidad, hay muchas radios la verdad, hay muchos shows, pero la verdad es mucho drama y ustedes la verdad y nadie me está pagando porque diga esto y lo digo porque yo así soy y no me importa las consecuencias ¿verdad? pero yo veo que ustedes sí de verdad ayudan a la gente y no andan haciendo drama con las personas, no juegan con el corazón de la de la De la gente me siento muy triste porque porque yo sé que ustedes sí de deberamente ayudan a la comunidad, Mandril. Sí, Mandril, ayudas a la comunidad y te debes de sentir orgulloso porque están haciendo muchas cosas buenas y, y ojalá que esto, que se si van a ir por un temporalmente, que sea temporalmente pero regresa. Regresa, Mandril porque la verdad que es la única radio que sí deberamente ayuda a la comunidad. Las otras radios valen cacahuate. desde que No se vayan, por favor, no se vayan. Muy bien, yo le he visto, de, de, mira, el apoyo lo tenemos de parte de nuestro auditorio y también aquí de, le, de la gente ejecutiva de la radio, de este, que se han portado muy bien, todos son los caballeros, y estamos bien agradecidos con ellos. Muchas gracias, Mayrita Toy, te mandamos saluditos. Qué bonitas palabras. ¿Qué pasó, Borja? Vamos con más llamadas porque se van a sentir discriminados. A ver, vamos a otras llamadas. Oh my God. ¿Ves? Buenos días, hola. Buenos días, aquí la osita de la radio. Oh, sí. Bueno, sí, osita, sí. Buenos días. Quién habla? Bueno. Next. Bueno, bueno, vamos a otra línea. Sí, buenos días. Buenos días. Hola. Es la pelona. Creo que Hola, sí. Cosita sí. Bella. Hola mi cielo. ¿Cómo estás, mi peloncita hermosa? ¿Qué pasó, chiquitina hermosa? Buenos días. Ah, no, pues ya le, ya le, dije al, al Mandril hace rato, pero pues ahora te digo, ¿tú también te vas a ir con ese canijo? No, yo no. Eh. Don León y yo nos quedamos. No, sí. Sí, Don León y yo nos quedamos, porque bueno, no, porque no, acuérdate no, que okay. nosotros tocamos lo que sí, queremos. No, y... No. ¿En serio? ¿El burbuja también se va a, él va a continuar sin, sin relajo, sin relajo? No, no sabríamos decirte, amor. Mañana ya les decimos. Mañana, a... sí, sin sí, falta, ya mañana les, nos van a decir, pero sin falta, pero tomen esta agradezco tu llamada, mi amor, y ten la seguridad de que algún día te lavaré tu ropa, tenlo por seguro. Ahí vas con la Claro que sí, que, que, que llegue con su ropa, costal. Eh. No, no no me interesa, porque la que tiene en casa, mm. puro estorbo. Vamos a salir la telefónica. Venga. Sí, Paola, ¿cómo estás? Buenos días. Ah, buenos días. Hola, Paola, Paola. Sí. La, la, la. ¿Qué pasó, amiga? Buenos días. Ay, pues yo nada más estoy llamando porque pues yo no quiero que se vayan del programa. Ay, pues nada más va a ser temporalmente, nada más en lo que sale Trump. Otros Ay, no. ocho años. Pues mejor que se vaya él y que es de ustedes. Ay, no, mi vida. Muchas gracias, te agradecemos mucho. Oye, aprovechando que me llamas, ¿qué signo zodiacal eres tú, amor? Soy Tauro. Tauro, ay Dios mío, aquí está. De sí, Tauro dice: en julio tus pensamientos deberán enfocarse principalmente en el cuidado de tu equilibrio interno. Se recomienda un corto eh, viaje fuera de la ciudad para obtener distancias y además a problemas y problemas que andan circulando por a los alrededores, que tendrán solución pronto, así como para obtener. Un soplo de aire fresco. Amor, si puedes darte un viajecito, aunque sea cerquita, donde sea, te va a ayudar mucho porque vas a tomar otros aires. Un problema, y un problema importante será también el de cuidado de tu condición física que tienes que cuidarte para fortalecer tu cuerpecito y obtener, bueno, la resistencia que necesitas. Así árbol. es de que, bueno, ya lo sabes, cuídate de mucho, amiga, eh, Paola. Te mando besitos. Adiós, amor. Gracias. Así es. Vamos a otra línea telefónica. ¿A quién le robaste los horóscopos ahora? ¿A quién le robé? ¿Quién se estuvo matando noches, días, sentaditos en un escritorio, acariciando piedras y prendiendo inciensos, dañando sus pulmones con tanto humo de palos? Pecereta Vázquez. Sobando la bola de cristal. Y mira nomás. Mira. A las, qué pelada, a las pelada a la pelada nada más llega a una página y. A, a ver, vamos a ver quién está en la línea telefónica. Ay, y no quémestro. <risa> Buenos días. ¿Quién <risa> habla? Buenos días. Hola. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas, chiquitín hermoso? Hola, buenos días. Yo soy el gato. Gato. Oye, gatito, ¿qué signo zodiacal eres tú, papi? Yo soy Saturno. Saturno. Ese es, ese es un planeta. ¿Qué signo zodiacal eres, amor? Oye. ¿Qué pasa? No, sagitario. Oye, pero no, no. No hablo por eso. Hablo porque, ¿qué pasó? El burbuja sabe que está hablando el gato. Ahí saludos al payola. Sí, saludos al Oye, ¿cómo gato? que se van de la radio? ¿Cómo que se van de la radio? ¿Por qué es receso? Invito a la comunidad oyente de Viva 103.1 que nos reunamos a las 12 del día afuera de la estación ya, con pancartas y levantar <risa> ay, la voz. ¡Ay, na, na, como ay ¿no hagas eso! no ¡Cómo hagas eso? ¡Los van a deportar! <risa> ¡Ay, sí! Cállate, Cállate la boca! Aquí, bien, bien tranquilo. Ah, de... no pero te agradecemos mucho tu solidaridad, amor, eh. No, espérame, espérame, espérame, espérame. ¿Qué pasa? No se pueden no se puede ni porque, no se puede ni porque ya tengo el burbuja, ya casi la tengo comiendo de mi mano. Ay, ay, ay. Burbuja. Espere. No me digas na, que también na, ya. Na, na, na, na. ¿Qué? En serio. De qué? No, ¿sabes que no quieres. No, que le está su le está funcionando lo que se le hizo. Oh, eso. Oh, pensé que era. No, lo de. no, no, no, Pensé no, que no, también no, ya te la loncha. nada no, ¿qué pasó? Bueno, pues a todo el mundo nos puede pasar. No, no, Vamos no. a otra línea telefónica esta mañana. Gato. Así es, el gatito. Buenos días, ¿quién habla? Mm. Buenos días. Pablo, de acá de Oregón. De Oregón. Oh my God. Pablo, la cosita, la... ¿Qué pasó, no, cosita no, rara? Nada. ¿Qué pasó, mi amor? El... A tu suerte qué signo zodiacal eres Hay de... tú? Es de cierto que. Escorpión. <ríe> Bueno, te voy a leer tu horóscopo, tu, tu, tu, tu, tu ok. Dice, pasará una parte sustancial de tu tiempo libre en asuntos relacionados con un proyecto nuevo y significativo del que te vas a ocupar. No preste atención a las personas que hacen todo lo posible para hacer todo lo posible para frustrar tus planes. Una buena racha lo acompañará en las eh, loterías o juegos de azar. Así que, bueno, si tú eres de los que acostumbran a comprar boletitos de lotería, es el buen momento, si no, ráscale. Solo entonces tendrás una oportunidad de ganar algo. Muchas felicidades. Así de que ya lo sabes, amor. Pero no seas de las personas que compras algo y que te den cambio como el... rascaditos. ¿Qué pasó? El burbuja me enseña a rascar. Burbuja. El burbuja ¿Cuéntale? me enseña a rascar. Dile que ya tengo... Ya tengo las 20 papadas de iguana. Oh my God. <risa> 20 papadas de iguana. Nada más, John. De ¿De saca dónde la gente. Esto? Me imagino que hasta las estudian. Ay, Besitos, claro. amor. Vamos a otra llamadita. Venga, mi tati. Buenos días, ¿quién <risa> habla? Hola. Buenos días. Hola, hola. Buenos días, amor. ¿Quién habla? Habla Toluco. Hola, mi cielo. ¿Qué pasó, chiquito hermoso? Así es, ¿qué signo zodiacal eres tú, amor? Cáncer. Cáncer. Se la vamos a dar, burbujita, a nada ver. más, ¿por qué? Y luego, este, burbuja, danos el teléfono. Aquí está. No, no lo des ya. ¿Eh? No lo des. ¿Qué Cáncer, debes, escúchame bien, Cáncer, debes confiar más en tu intuición interna, en asuntos relacionados con el hogar y la familia. Bueno, tienen algunas habilidades especiales. Para predecir ciertos eventos, una persona particular de tu entorno inmediato tendrá problemas. Lo ayudarás, lo escucharás atentamente y sé que de ti depende que lo saques de ese problema o embrollo en el que se meta. Tiene, tiene que ser muy positivo y tener pendiente de ser acercado a la familia, que ellos son los únicos que van a ver más por ti que cualquier otra persona. Ya lo sabes, ¿ok? Ok, ah, muchas gracias, Tati. I love you, amor. Besitos. Ay, ¿qué hago con tanto hombre? ¿Qué hago con tanto oh, hombre? Oh, Buenos, sí, días. Buenos días, ¿quién habla? Buenos días. Hola. <risa> Hola. Ah, ¡Québrate! ¡Eso! Tati. ¿Qué pasó, mi amor? ¿De dónde nos llamas tú? Ah. ¿De dónde es esa área? Ventura, Ventura, Tati. De Ventura. Oh, sí es. ¿Qué pasó, amor? ¿En qué te podemos servir? Dime, ¿tu signo zodiacal cuál es? <risa> Yo soy Aries, Tati. Aries. Aquí está. Aries. Así es. Sentirás una oleada de nueva energía claramente. Sentirás que eres propenso al amor. Por eso será difícil enamorarse. Hay muchos cambios por delante, incluidos viajes largos. Todas las noches, una gran parte de tu tiempo, lo consumirán las largas conversaciones con una persona que de repente llegará a ti, ya sea... Eh, vía terrestre okay. o vía, eh, eh, pues, ¿cómo se llama? Por las páginas sociales. Así es de que sé discreto y que no te cachen y trata de enamorarte, pero de veras del amor. ¡Oh, my God! ¡Ay, ¿tati? ¿Qué pasó, amor? Le, le, le quería hacer una pregunta burbuja, es que no me llegaron bien las instrucciones. A ver. Ay, la wow. próxima que me dio, la, la próxima que me dio para mi esposa era untada o era tomada. burbuja, es que se la eché en el licuado y ya le empezaron a dar convulsiones oh my god, oh <risa> Ay, my god nah, nah, nah, burbuja nah, nah, nah, nah. de qué manera estás haciendo ese tipo de enrollos? Nah, nah, nah, yo cuál sé que es. son tus cosas pero, nah, nah, ¿Cómo nah, les no nada, les nah, nah, nah. mandas en el paquete en la bolsita para que vomiten nah, oh, no más, no, bueno, nada que ver. vamos a Juanita Sánchez en la línea número 5 así es, buenos días, ¿quién habla? hola hola, hola, buenos días ¿Aló? hola chiquitín hermoso ¡Buenos días! ¡Buenos días, amor! ¿Quién habla? ¡Paco! ¡Hola, Paquito! ¿Cómo estás? ¡A tus órdenes, chiquitín hermoso! ¡Muy bien, muy bien! Aquí, escuchando la radio, que hace quieren ir de nuevo. ¿Qué pasó, pues? ¡Hombre, se acaban de llegar! Pues, mira, pero es un lapso chiquitín. Mm. Chiquitín como la tiene el burbuja. ¡Bien chiquitina! Mm. Así es de que, pero en cualquier rato, ahí vamos a estar sonando, amor. Tú no te preocupes, pero sí... Que sean en travisión sí, sí, sí, Y también quiero que me leas Quiero que me leas mi, mi horóscopo ¿Cuál es? A ver, dime ¿Cuál es su horóscopo? Tauro, el cuerpo. Ah, ya lo leímos Ya lo leímos, amor Sorry Vamos a la línea, vamos a las cinco burbujas Con Anita Sánchez Hola Anita Sánchez, buenos días Buenos días Hola, ¿quién habla? Bueno, del área 509. Extra. Se cortó. Vamos con Fernando. Buenos días, Fernando. Hola. ¿Qué transita, papi? Hola, mi amor. Ay, ay, ay, ¿Qué pasó, chiquitín? Ay, ay. Oye, no te pongas así. Hay para los dos. ¿Verdad que nos dan a los dos? ¿Verdad que alcanzamos un pedacito? Na, na, na. Claro que sí. No, yo no paso. Nos toca de amiga J. Na, na, na. <risa> no, La <yo> costra. <risa> Buenos días, chiquitín hermoso. ¿Qué, pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó? signo zodiacal eres tú, amor? ¿Qué tranza, Tatiana? ¿Quieres que te diga yo que soy zodiacal? ¿Soy padre? A ver, dinos. Dinos, chiquitín. Pero dinos. Te exigimos que nos Soy digas. el Chajas. Soy tatuario, padre. ¿El Chajas? ¿Eh? Si no me toca más, porque... ¿eh? El Chajas. Oye, que desde las seis de la mañana estás trabajando. Vamos nos mandar una foto que estás dormido ahí en tu máquina de coser. ¿Qué es eso? Les quita bien tu salario. No, Gánate tu pan bien, amor. <risa> Mira cómo se ríe no Bien que sabe no importa el pichín <risa> Esto, más huevón que otra cosa sí, la neta sí es, <risa> a la gana. Bueno, amor, se te y acabó el minuto se, se te y acabó el minuto mujeres, Pues ya somos cuatro, bye <risa> Adiós, córtale el avión <risa> Ni modo, para lo que hablo, oh, ven nada más eh, Vamos a las líneas, buenos días ¿Quién habla? Evelyn, Evelyn Ra, ra, ra Iba a ser un cañón. ¿Qué pasó, Evelyn? No, no soy el Oh, ]iano. my God, oh, perdóname. Banda, oh, vale. sorry. Sorry, lady, por es favor. Mi es mi primera vez que hablo ahí. De veras. Eres mi primera sí, vez. Sí, de acá el estado de Washington. De Washington. Muy bien. Ay, qué bonito detalle. ¿Qué sí, pasó, mi detalle. amor? ¿Qué pasó, mis cielos No oh, estoy hablando con eso, tío. Ya te vas, y apenas que quería, estaba entrenándome para chingar a que era el filimuerto. Hey. Mm, mi vida. Oye, el Filiberto de veras ni ha hablado ni nada. No, Filiberto, no. te mando saluditos. Amor, este. Ahí te... le hubieras le, le le echado a, a esta doña. A esta, ¿Cómo se llama? La que, que habló que se fue a gastar los miles seguidas a Las Vegas. Ahí nomás se gastó 14 mil, no es para mucho, no nah. es para tanto. Por favor. Ahí le echado. para que gastar algo el Filiberto, ahí que gana 45 la hora. Eso sí. Besos amorcito, gracias. Burbujita, ya. ¿Qué no... pasó, sordo? Ya, pues ya me voy. ¿Cómo te vas a decir nos si nos falta escucha? todavía como diez minutos? Oh, ¿Sí puedo? Sí puede. Ah, pues tomamos con más llamadas. Pues, oye, vamos, oye, no, claro, yo por mí, no, no, yo, no, no, yo, no yo no por mí, que hasta las doce de la noche. No trabajar. ¿eh? Estás pero bien, güey, la? Pues tú ¿Olé? la que me estás hecho Hola, Ricardo, ¿cómo estás, amor? Aquí me están corte y corte. Ay, ay, ay, ay. ay Mándeme enseñar. ¿Qué, tú, ¿qué pasó, Ricardito? ¿Qué pasó, amor? ¿Qué pasó, amor? Me andas arrastrando. ¿Qué pasó, amor? ¿Qué pasó, amor? ¿Qué dices? Bueno. Ok, vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué Ah. ¡Fuck okay. ¡Eh! ¡Oh, my God! Bueno, ¿Quién está trabajando? ¿Quién sé con quién está legando ya? Está echándose un tirito con ah, alguien. Bueno, bueno si alcanza te atapar eso. Sí, bueno, creo que sí. Esperemos. <risa> Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, comadrita. ¿Cómo te trata la vida? Hola. Señora de Cisneros, ¿cómo está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Santa ¿Eh, es? Cachucha, llévame, ¡Ay! demonio. ¡Ay! <risa> Ay, llévame tus investigaciones, chiquita hermosa. Bueno, <risa> sí, me dio miedo, no <risa> pude ir. <risa> ya, ya. burbuja. Oye, pues, es que Oye, ¿a quién le tuviste más miedo? ¿A los espantos espíritus o al burbuja? No puedo ir. No pudo ir. Ah, no, no es, puedo, el es el guanaco. Es, es el chapín guanaco. ¿cómo? ¿Cómo que no fue? No fue. Ay. Queremos que alguien represente a la comunidad gay. Tati, pues, no ¿Qué pasó? ¿Por qué no fuiste? Es que, Tati, yo quiero que tú vayas conmigo. No pues, los dos vamos a ir en tacones. No eh. puedo. Me dan calambres con el tacón. Me dan unos calambrotes bien feos. No. ¿Qué pasó, chiquitín? No, no, yo no me voy a ir. Don León y yo nos quedamos. Vamos a hacer un show en las mañanas. Ah, sí. En las mañanas vamos a tener nuestro <risa> show. Se llama Tatiano y Don León. Tocan lo que quieren. Así es de que esperamos seguir contando contigo. Escuchando Viva 103.1 Cumbias Cumbia claro y más. Okay. Sí, ¿Ok? Claro que sí, Besos, amorcito. I love you too. Gracias. Ay, ay, ay, ay, ¿Qué pasó? Ay, ay, ¿Qué? ¿Te pones celosa? Ay, ¿Tú quieres todos los hombres para ti también? Ay, claro que no. Ay, claro que pues sí. Que no, claro te, que no. La gente te escucha. ¿Que te pones celoso? Claro que no, ¿que te caso, me pones celoso? Tú, que, Yo, nadie tú sabe que eres bi. Venga reclamando que quién fue ya nada. Nadie ella? sabe que eres bi. Claro sí. que no, por supuesto Tus no. vi tus vie, tus vie esas experimentos que haces. Nah, Buenos nah, nah, días. Nah. ¿Quién habla? Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasó, amorcito corazón? ¿Cómo estás? ¿Qué signo zodiacal eres tú? Bien, bien, gracias. Hola, amor. Yo soy... Sí, pero tengo dos cosas antes del signo. A ver, ¿qué si puede? A ver, dinos. Claro que sí, dinos, a tus órdenes. La primera, antes de que se vayan un face. No, eh, sí, ah, porfa. Okay, no, de una vez. No, no, vez. No, no, una no, una no, vez. no, no, no. De una vez. ¿Cuál De una vez, vale. Hoy no, vale, ando bien cansado de la investigación. No manches, bebé, no manches, hasta ya no importa. Ando bien cansado. Aquí es calle el no, cual vale. colectivo. Mira, ando ronco, me vale. No, valiendo. vale, aguántame un sem para y para qué me voy a acomodar bien. Que, ah, a ver, que? ¿cuál es el pinche? Que, ¿Cuál es el pues chiste que eh, este cabrón venga y <¿s1> se siente arriba de, de mí? No. No. No. Ah, no. No. a empezar, y lo están viendo a la chingada. Vale, me vas a dejar sin voz, y irá, te vas a caer a la chinga. ¡Cabrón! ¡Hija de la! ¡Ey! ¡Me están picando tus huesos picudos, cabrón! ¡Hija de la! ¡Bájate! ¡Están bien Hay que bajarle ah, las pinches tropillas, ¿vale? No, no me pa, interesa. Pinche no. Qué gusto esto? Estoy ay, en el cielo. Ay, qué Soy un cielo. angelito. Bájate ah, la chingada. Oh, no. ah, mira la cagona de le empezaron a hacer Mira Como en el circo. ¿Eh? No, no, no, espérate. No, no, va. ay, ay, ay, te vas a caer. No, no, no no me quieres. ¿Cuál es el pinche chiste que le dejas? Ando en mi día. Ando en mi día. Se me cae para allá. Ah, ya no. Bájate. Ya, vale. Mira, no te estés venciendo. Bájate, cabrona Te vas a caer. No fueron las señoras del sábado, por ejemplo. Oh, ese ya reclamo, vale. Ya están cáscaras, no hacen nada, señoras, ya, ya ni una ni para. Se fueron Prepa. a dormir bien temprano. Prepar. <risa> Era bien Prepa. temprano y andan bien cansadas. Ay. Prepara tus cachetes. Lengua de fuera ya, ay, ay, ay, Para eso me gustaban. Eh, viejas cáscaras. <risa> ya no, no es cierto, eh, Puro con Ah, sí. prepara, prepara tus cachetes porque se te viene más bufeta, No, porque se bien temprano, ni nada. Ya debo. Ya, oye, estuviste complacido, amor, eh. Nah, Para ya, que veas si sí te cumplo. Ya, ya, ya, ya, bye bye. Y las otras dos que queden pendientes. Hasta ya, luego. Ya, sí. Adiós. Gracias. Ya nos vamos. Hasta mañana nos ya. escuchamos. ¿Qué pasa? Vale, si contra, oh, tengo vos, andas y tú bien ronco. Se ve que te pusiste una jarra bonita ya. Bueno, fuera. Oye, y yo soy Tatiano, no soy Kimberly, eh. Para que no me anden confundiendo. Besitos. Bye bye. Ayúdame por favor con mis cosas. No, ni madre, tú hagas solo. Ay, Mira lo que, Ay, te traje. que te subes. Te traje no un tapaboca. Nada. No quiero nada, vale. Mira. No, no, no, Mira na, na, tu na. tapaboca. Ya no. Mira. No quiero nada, vale. Y además déjame tener igual. No, no, no quiero nada. Es de pie. No quiero nada, nada, nada. Na. Ah, ah, no. No, acá, no, espérate, no. Ahora que, no quiero nada, vale. Pues para qué aquí? Un... Yo tengo aquí mis tapabocas. No quiero nada, vale. Toma, ya no. no, no espérate, cabrón, acá le pinchas cachetitos. O sea, ¿Qué quieres mirando tus carúas? Ay, ¿cuáles? No estás agarrando, ¿cómo sacando los bocos vale. no, no fueron las señoras cáscaras que fueron verdad las señoras las pachichis <risa> las que, pachichis que... Ey, yo no dije nada de eso vale ¿Eh? cuáles pachichis cuál cáscaras vale vale hay que lavarse esas manos ¿eh? te pasas vale, ¿Vale? El show del mandril Beach, viva 103.1. tres Cumbias y más Hasta el cielo lloró, hasta el cielo lloró Al mirar tu partida. Bailemos la cumbia Cumbia Con mucha ricura Cumbia Y La respiración se agota Eres lo más del amor Eso que me nubla la razón Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te arendes Ay, Chave, la Chave Tú sabes a lo que sabes Ay, Chave, la Chave Tú sabes a lo que sabes No me llames más No me escribas más vengas Viva 103.1 Cumbias y más soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Ello del mandril que está todo dar, ya toda la banda está escuchando. Ello del mandril que está todo dar. Súbele, súbele, súbele a tu radio. Súbele, súbele, súbele, súbele y no le cambies. Súbele, súbele, súbele, súbele a tu radio. Ello del mandril te divertirá. Illinois. a la gente de Long Beach, California, como todas las mañanas, a la gente del puerto, a todos los trojeros, a todos los sonideros poblanos, para Mabo Pavón, para Junior, el buen Junior Santander, saluditos, como no, para la Michoacán. Chavindia. Chavindia Michoacán, Chavindia Michoacán, Soy Madrid, mándale saluditos a las tres cáscaras que se llevó el burbuja a la qué investigación ¿Cómo Con todo el gusto del mundo, esas cascaritas naranjeras no, qué Ahí está, las buenas cascaritas junto con sus agujeros Garduño López, saluditos como no, desde Indiana mi niño Junior Santander, para Yolanda Beltrán y toda su gente bonita Allá en Villas, en Ensenada, Baja California. Cerquita de Pórtico del Mar. A su nietecito, ¿cómo no? Saluda del mandril, por favor. ¿Qué pasó? Como que por última vez a Lomé del León. Ahí está la señora pierduda y que se pone de perfil para tomarse las fotos. Para que se le vea la circunferencia del guayabo. Vamos, Ahí está ¡Vámonos! Vamos a ponerle saluditos también para La Popeya Mejor conocida La Popeya por sus brazotes Para Mar Chávez <risa> La Popeya A toda la gente del Mercado de las Flores En Los Ángeles, California A la gente de Los Callejones En especial para el buen Chuy Jorge Lozano Claro que sí, mi Jorgito, Gracias, por aquí nos vemos Y Juanita la Bella Teresa Flores, un saludito, tomo, no para la chica estrella, que es el amor. ¡Vámonos! Dice Gervasio, burbujas, no me hagas llorar. Antonio Ruiz. ¡Vámonos, recio! Para la gente de Dasha Boutique, en Huntington Park. Para los cutis grasosos. Magdalena Palma, mejor conocida como Magda Palma saluditos a la familia hasta el Estado de México Miguel Ángel Aceves saluditos, parientito Javier Michel ahí está Javier Michel una dama vámonos Recio Poquito. Checho Escobar saluditos Mandri, soy el Checho Yo. Pero no me la como como el Burbuja. ¡Órale! ¡Rafael Gómez! ¡Cómo! Oiga nada más, el sonsonete de la Guaracha. La gente del sur, centro de Los Ángeles. Para el buen Pujos. Y su hermano, el chimuelo, el que quepachomano. ¡Ese jato. ¡Vámonos, gatito! ¡José Saltana! Saluditos para todos los flojonazos que no trabajan, pero sí reciben el cheque gubernamental desde Minneapolis, Minnesota. ¡Fernando García! ¡Vámonos! Teresa Flores, un saludito para la familia Flores. Para Miguel Ángel Sánchez Flores y toda la gente de la colonia Tepalcates. el ejército constitucionalista en la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México está cabrera mi mujer vámonos niño que no llora no mama vámonos recién para toda la gente de Atotonilco bailando y gozando hasta Santa Cruz me llegó hoy es el día del abrazo Día Internacional del Abrazo. Les mandamos un abrazo a todos, de parte de todos, de todo el Madrid. Salpícame de tu sopa, Guada, para el Chilaquín. Vámonos. Esteban Guerrero dice: Por favor, en este momento ando buscando a Filiberto para aventarme un tiro porque aparecí de malas. Pollita González. La gente de Ensenada, la gente de Loma Linda Granjas el Gallo, Lomitas La gente de Mañadero, San Quintín Si quieres que te dé un beso, primero lávate la bochaca Como no, Beatriz? Con todo el gusto del mundo Fue enviado tu mensaje para el señor Cisneros, Para el amigo del cilantro El buen Leo El buen Leo que Cilantro que Lime yo. ¡Vámonos, Reche. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, señoras y señores, buenos días. Este es el show del mandril. Bueno, por favorcito, este, déjenme decirles, eh, Burbuja, las multas comenzarán desde los mil dólares para quien en un momento dado, pues, tienda a tronar cohetes, y más, si son... Este, descubierto que son cuetes que no están debidamente pues autorizados por el gobierno federal ah sí, eh, pero eh, lo malo es que no hace caso, la policía de todas maneras implica en el que no, que las multas, que va a ser multado, te, te, te, eh, hoy en la mañana te, te comenté que una patrulla eh, estaba pues eh, por una de las calles de acá de Los Ángeles y se hace a un ladito, pasa por la bazooka esa de unos cuetones que son ilegales, todavía saluda a la gente y se va, despacito, tranquilón, no pasa nada pero la policía sigue invitando a la gente Para que si en un momento dado este pueden ustedes, o sea, casi casi como quien dice, te van hasta premiar si es que denuncias a gente que esté donando cohetes. Otra de las cosas que también es recomendable es de que tenga bien bañadita la mascota para que le dé la oportunidad de entrar a la casa. ¿Por qué no deja de entrar la mascota? Que porque huele feo. Es que, es que apesta bien feo, es que huele bien feo, es que mira, está bien cochino, pues hay que bañarlo, hombre, porque claro. quieran o no, pues los animales son, pues, digo, también tienen su corazoncito y se les acelera, entonces, para poder evitar el de que el animal esté sufriendo por los tronidos de los cohetes, pues métalo a la casa por lo menos, el, el, el por lo menos ya por mucho. el 4 y 5 de julio, y el 5 porque todavía les quedaron muchos cuetes y los truenan. Eh, por ejemplo, eh, en lo particular nosotros también, eh, pero desde el principio, pues casi principios de mes de junio, decidimos igual mejor meter las mascotas dentro de la casa. Ahí está. Por lo mismo que la verdad, este desde el primero de julio. Eh, más o menos, como a principios del mes de, de junio, eh, nos tocó hacerlo por lo mismo que mirábamos que están muy asoleados, muy asustados, ya en eh. la tarde, entonces, ¿sabes qué? Un baño, eh, su, eh, una inyección de pulgas, y listo. Ándale, una. dale perfectamente una inyeccióncita de pulgas para la cosa es tenerlo adentro, hacerle el paro al perro. En cuanto amanece para afuera para que haga sus necesidades, anda ahí tranquilo igual, y llega ah, la terrecita para adentro otra vez. Así es que ya si el perro pues eh, de, de volada quiere hacer carita de león, pues que se salga, pero de momento tenerlo, pues este... Pues adentro, como ya lo mencionamos Una, Oye, ¿cómo cuánto sale esa vacuna? Más o menos eh, Porque la gente tiene miedo de ir al, al veterinario porque le sale caro Hay muchos eh, centros que son eh, De bajos recursos Entonces te vas a gastar a lo mejor unos 30 dólares 25 dólares por esa inyección eh, Es bueno que lo busquen, hombre, pues no cuesta nada Váyanse, tiene un teléfono inteligente Ya antes era difícil porque los teléfonos Era pues, así como que un texto, una llamada y nada más Pero ahorita tienen la tecnología en su mano Con eh, los teléfonos gratuitos Que dan las compañías de teléfono, entonces Váyanse a Google, busquen centros comunitarios o, o centros de bajos recursos, y estoy muy seguro que va a haber uno cercano ahí donde usted se encuentra, y vaya y pregunte por la vacuna, es más por teléfono, les, les puede preguntar ¿y cuánto cuesta, 25 dólares más vale, o menos pues. se van a gastar. Pues ya dijeron, así es de que pues bueno, por favorcito, el perro, si hablara, se lo agradecerá. Téngalo por seguro. Sí, Continuamos no. con más aquí. En Viva103.1 con y más. Muy buenos días. Maneje con mucha precaución y comience bien la semana. Recuerde que lo que bien comienza bien acaba, ¿eh? Órale, pues a sacar los, las cajitas que llevó de la comida para llevar el fin de semana y a recalentarla. Un buffet. Un buffet. Y no reparo de lo que te haré. ¡Muy buenos días, señoras y señores! Este es el show del Madrid a través de Viva, 103.1 Cumbias y más. Y bueno, Carlos Maciel, ¿qué tendremos más adelante en los deportes, Carlos? Escuchamos. El Barcelona sigue dejando escapar puntos, el Real Madrid los está aprovechando. Además, aumentan significativamente los casos de coronavirus en los equipos de la Liga MX. Y estamos a escasos días del inicio de la Copa. Y futbolista de la América, acusado de golpear a su esposa, ya dio la cara, Tenemos los detalles. Y un jugador donará seis meses de sueldo para ayudar a la gente en esta pandemia. Eso, muy buena, muy buena acción, muy buena acción. Más a ratito contigo, Carlos Maciel. Vamos a enlazarnos directamente con el contador José Luis Carrillo. Así es, un hombre que por más de treinta años, por tres décadas, pues bueno, hace taxes. Tiene un gran conocimiento, tiene un renombre muy bueno. Y pues bueno, José Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, mi estimado Mandril. Me un a todos. los a todos. Buenos días. Feliz día. Feliz día. Oye, este José Luis, platícanos, ¿qué es lo que está pasando eh, en este caso para la gente que no ha recibido hasta el momento esa ayuda que ofreció el gobierno a Dar y que ya muchos se lo gastaron? Bueno, es muy importante que primer, en primer lugar eh, estén, estén este, seguros que no se les haya perdido el reembolso porque se están perdiendo mucho. Ahorita lo que están mandando es una tarjeta prepagada de crédito Entonces, esas tarjetas se están perdiendo los 1.200, mínimo 1.200 hasta 3.900 está llegando. Si no le ha llegado, eh, ya debió de haberle llegado, debe de, de llamar al IRS o chequear en el portal del IRS para ver qué pasó, porque ahorita muchas personas de esas malas que se roban las cosas, pues, pues se las quitan o las agarran del, del correo o, o del cartero. Entonces, hay que verificar, también hay otra... Otro factor, porque no han recibido El estímulo ese eh, Posiblemente porque no han hecho los taxes Del dos mil o dos mil O posiblemente tenía una eh, No hizo dos mil Y en el dos mil Tenía una dirección antigua Donde se cambió y pues oh. se la mandaron allá Y de está perdida O cuenta de banco O tal vez inclusive en el dos mil Hizo los taxes pero pues se acaba de cambiar eh, Desde que hizo Sus impuestos, entonces puede estar esa, ese estímulo haberse mandado a la dirección anterior. Hay que tener cuidado con todo eso. Así es. Oye, José Luis, ahora hay algunas de las preguntas de la gente que, eh, pues bueno, sale a, a relucir de que les van a dar 500 dólares a hijos que tienen y que han trabajado sus taxes con el e -team. ¿Qué hay de cierto de eso? Así es, este, pues están diciendo eh, que ahorita va a haber un crédito para estas personas, este, Que no tienen el seguro social y que fueron dejados fuera por tener el número de lit con el estímulo ahora esto que están diciendo pues es la propuesta que tienen ahorita en el congreso, lo cual quieren aprobarla. esperemos supuestamente Donald Trump ya ha, ha manifestado que en realidad quiere eh, sacar este el último que le llama el último estímulo. donde va a beneficiar personas que tienen el número de ITIN, van a darle más dinero, otro otro estímulo a las personas que ya recibieron o que no han recibido el anterior. Entonces, este, hoy está en Congreso. Creo que para antes del 15 de julio eh, debería de, de, de salir a, a ley esa prueba, supuestamente por lo que ha dicho eh, los representantes de, del presidente Donald Trump. Así es. Entonces eh, no es, o sea, todavía está en proceso para que se apruebe o ya es una ley, este José Luis. Bueno, está aprobada por la Cámara, de, ah, okay. la Cámara de Representantes, pero lo único que se necesita pues es que el presidente la la firme y la apruebe, porque pues él, él es el, el que da la última firma. Entonces la tiene ahí y él él ha manifestado que sí la va a firmar, que si quiere. Eh, pues ayudar a estas personas que tienen el número de ITIN, lo cual pues estamos hablando de más de de ocho millones de personas, once millones de personas que que posiblemente podrían calificar por tener por, por con este nuevo esta nueva ley de, de de crédito a las personas que que tienen el, el número de ITIN. Así es. Ok, hola, eh, José Luis. Eh, la señora Gloria dice: ¿Cómo? Pregúntale, Mandril que si yo. Ya le preguntó a su preparador de impuestos y que dice que no le da razón alguna. ¿Qué podría hacer ella propiamente? Eh, sobre, ¿Sobre su reembolso que no le ha sí, llegado? Correcto. Bueno, um, el preparador, pues, este. Debería de poderle ayudar, por lo menos de, de llamar al AIA. Al antes está contestando? Antes estaban, este. Bajo en personal, pero ya están casi al 95 y por ciento, noventa por ciento que ya están trabajando. Entonces deberían les voy a dar el teléfono de la llave donde pueden llamar directamente. A ver. Y preguntarles eh, qué pasó con un cheque, ya me lo mandaron. Ahora, si hay ciertas personas que están esperando todavía, estas son las que hicieron los taxes tarde, las que tienen otra dirección, las que uh, de repente, este ahora tengan en cuenta que las personas que tienen el número de ITIN, este no van a recibir por el momento el crédito por el momento del primer estímulo porque la ley del primer estímulo era de que si había un cónyuge, ya sea esposo o esposa y tenía el número del de ITIN, pues no lo no lo calificaba para el estímulo. Por lo va el número es el para que apunten es el 1-800- 829 Sí. 1040. ok 1-800-829-1040 1-800-829-1040 ¿Es el teléfono del de, de IRS? Es el teléfono de exactamente del IRS ahí habla en español, puede llamar y puede preguntar pues qué, qué pasó con su uh, con su cheque de estímulo perfecto y ahí les van a dar las respuestas si y él le dice no, pues ya se lo mandamos entonces lo que necesita hacer debería de hacer un reclamo, hay una forma especial la cual la llena Y lo reclama, porque si no, pues ahí se va a quedar y nunca va a saber nada de ese estímulo. Es muy sencillo, puede inclusive decirle a su preparador que le llene la forma 3911. La forma 3911 es para reclamar cualquier este eh, reembolso que posiblemente se haya extraviado. Entonces, si llena esa forma 3911, que es bien simple... se la manda por correo a la IRS okay. y ellos le van a responder, ya te lo mandamos, aquí lo tenemos, espérate poquito, todavía con certeza, inclusive en esa forma usted puede cambiar la dirección y poner la nueva dirección, si es que cambió desde Bien. el tiempo que usted hizo sus impuestos. Perfecto, así es. José Luis Carrillo, te agradezco mucho. ¿Cómo te buscan en tus redes, José Luis? Bueno, estamos en Carrillos Income Tax, en oh. w, w, Income Tax o pueden llamar a la oficina, estamos abiertos siete días, cualquier persona que tenga preguntas que te que, que, que no sepa qué hacer por favor llámenos, nosotros lo, lo solucionamos, le decimos exactamente qué pasó con su reembolso, se lo van a mandar o no. Nosotros personalmente llamamos a la por usted y, y nos informamos. El teléfono es el área 323 veintitrés cinco ocho tres cero siete siete siete tres ochenta y qué ochenta siete siete tres No, el, el 323 587 Ah, perdón, la de 323 583 0777. Así es. Gracias José Luis, Un abrazo. Gracias. Vamos con más, señores. Venimos con Carlos Maciel y los deportes. Ya está listo. Esto es Viva 103.1, cumbias y más. Lunes. ¡Viene! contigo, acércate, dame tu amor. Vámonos a los deportes, Carlos Maciel, te escuchamos. Bueno, vamos con la información deportiva, hoy, lunes, 29 de junio, se cumplen seis años del famoso, no era penal entre México y Holanda aquella eliminación en la Copa del Mundo de Brasil 2014 que la verdad es que dolió mucho a la afición mexicana porque se tenía dominado el partido, se pensaba que se podía ganar a una selección competitiva, una selección muy fuerte, de hecho durante 80 minutos la selección de color fue mucho mejor que el rival, y estaba muy cercano ese sueño del quinto partido que estamos estancados, luego la selección está estancada, En, ese, en los octavos de final de una Copa del Mundo desde 1994. Entonces ya eran muchos procesos, muchos mundiales en los que se había esperado dar ese gran paso, ese gran salto para el quinto partido, jugar unos cuartos de final. Y en el 2014 estuvieron muy, muy cerca de hacerlo y en pocos minutos, en cuestión de siete, ocho minutos, le dieron la vuelta al equipo mexicano. Primero un gol de Wesley Snyder eh, cerca de, del área grande en un tiro de esquina. Y el penal, esta jugada que dolió tanto a los mexicanos, alguien roben, se tira dentro del área y ahí es cuando le marcan penalti y le dan la vuelta al equipo mexicano. Qué triste momento para este eh, tricolor. Y han pasado 2190 días desde aquel entonces y la afición Mexicana sigue recordando este famoso momento del no era penal entre México y Holanda. Se hizo. Se cumplen. Seis años. Oye, y, y, y todo lo que ocasionó eso, ¿no? O sea, no era penal de haberlo hecho como hasta logotipo para playeras, eh, mochilas, deportivas, donde quiera <risa> era, no era penal. Exacto, eh, apenas seis años de eso y va a seguir siendo recordado durante toda la vida, pero es cierto, esa imagen donde se está tirando el futbolista holandés, Pues la hicieron para camisetas, para, o sea, en estampas, en todos lados veíamos esa imagen. No, y, también, y hoy lo recordamos. En ese entonces Cleotilde le dijo al Burbuja, salió Rosita, positiva ay, la ay, prueba, ay, ay, y, ay, y uh, dijo, no era penal. Y ahora recordamos precisamente eso de Cleotilde con el Burbuja y el no era penal ay, entre Holanda tú, y cabrón. México. Repito, quedamos, quedó muy cerca la selección de avanzar. Al, al quinto partido a esos cuartos de final. Y cambiando de tema, la Liga Española sigue a tambor batiente los resultados de este fin de semana, arrojaron al Real Madrid como único líder de esta Liga Española, porque el Barça empató con el Celta de Vigo el sábado, en el minuto 88 y Aspas le dio el empate al equipo del Celta, en Balaídos estaban en su estadio, un tiro libre magnífico, un gran gol, pero el Barça tenía prohibido pinchar, prohibido dejar escapar puntos y ya lo hizo en partidos eh, consecutivos, lo había hecho en Sevilla, ahora lo hace eh, con el equipo del Celta de Vigo consecutivos, eh, jugando en forma de visitante, porque en esta temporada eh, han perdido, han solamente sacado 23 puntos de 48 posibles jugando en condición de visitante. Esos números no son dignos, no son adecuados para un equipo que quiere ser campeón. Y al final del partido habló Luis Suárez de, este, de esta situación, de que les va mal de visitantes, Y también que pues prácticamente ven perdida la liga. Escuchemos al uruguayo Luis Suárez al término del partido frente al Celta de Vigo. Que la sensación es, es negativa no pues perdemos, perdemos dos puntos más que importantes. Y, si queremos seguir ahí arriba por, por la lucha por conseguirlo, pues sabíamos dependíamos de nosotros de, de poder ganar todos los partidos y esperar que, que el Real Madrid en este caso pierda el, algún punto. Y bueno, creo que, que te queda la sensación de... de frustración de poder perder dos puntos. A ver, quedan, quedan partidos, han partidos eh, complicados tanto para nosotros como para ellos. Sabíamos que, que una de las salidas complicadas era esta, la otra es Villarreal y, y lo que nos queda también tenemos el Atlético en, en tres semanas y, y la sensación es, es de que perdimos dos puntos y, y a corregir cosas para intentar mejorar. Bueno, creo que para algo tan, tan los entrenadores para, para analizar esa clase de situaciones nosotros tratamos de, de aportar todo lo nuestro dentro dentro del campo y bueno, creo que, que te queda la sensación de, de que fuera de casa eh, muchas veces estamos, estamos perdiendo puntos importantes, del cuales no, no solíamos hacerlo en otras temporadas Palabras de Luis Suárez que al final le dejan un raspón al director técnico del equipo que es el señor Quique Setién, dice para eso están los entrenadores para resolver las cosas pero también es parte de los jugadores. Luis Suárez tiene 33 años, no es posible que siga siendo titular en un equipo tan importante como el Barcelona. No ha venido ese cambio generacional y no ha venido por una simple y sencilla razón. Los altos costos, los altos sueldos que tiene el Barça, Lionel Messi, Luis Suárez, estos dos, sobre todo Gerard Piqué, Sergio Busquets, que son pues ya van de salida pueden ser grandes jugadores sobre todo Messi pero van de salida deberían de pensar en un cambio generacional y sobre todo Messi pues hacer algo tipo lo que hizo Tom Brady con los eh, patriotas, no bajarse un poquito el sueldo para darle digamos esa posibilidad a la directiva de seguir contando buenos jugadores pero no es así cada vez quiere ganar más y es por eso que se le reduce el tope salarial a este equipo del Barcelona que quedó a dos puntos del Real Madrid que ganó el día de ayer un partido muy sufrido contra el español de Barcelona y tenemos eh, declaraciones de Zinedine Zidane, el técnico blanco al término de este partido No, para nada, porque nosotros sabemos que esto se va a decidir al final al final de, de temporada y, y como siempre, porque esta liga de todas formas sabemos que es complicada es, es muy, muy difícil muy disputada Y, y, y siempre pienso en, el, en la liga que bueno que hemos ganado como yo como técnico en 2017 que ganamos al, al final en el última última jornada entonces va a pasar lo mismo estamos contentos porque como tú dices son sin victorias las palabras de Zinedine Kidán desde que regresó a la liga cinco partidos cinco victorias para este conjunto blanco y ahí está la diferencia de dos puntos 71 tiene el Real Madrid 69 tiene el Barcelona que va a enfrentar el día de mañana al Atlético de Madrid, que es tercero en la liga, y por ahí podría perder algunos eh, puntos eh, todavía. La liga española se va a decidir, se quedan seis partidos a cada uno, y está tambor batiente, muy emocionante el cierre de esta liga española. Y cambiando de tema en la liga MX, han aumentado significativamente los casos de coronavirus, de covid diecinueve, y es que el Toluca, la mitad de la plantilla del fútbol del femenil de Toluca, están y dieron positivos están infectados con este COVID-19 y si hablamos del Cruz Azul bueno, es más grave porque tiene 17 casos de coronavirus, 17 casos, el Cruz Azul es el equipo que más casos tiene, me atrevo a decir en todo el continente así que a la máquina, aquí el problema es que podían entrenar, podían hacer la pretemporada en su cancha en su casa, en la Noria en Xochimilco, en la Ciudad de México decidieron salirse de ahí viajar a Querétaro, rentar un hotel, estuvieron allá haciendo la pretemporada y fue cuando llegaron todos los casos positivos, se contagiaron ahí entre ellos y de hecho ya no les prestaron la cancha donde iban a entrenar. Al enterarse la, este hotel que tenía tantos casos positivos de coronavirus, Le cerraron la cancha a Cruz Azul y no. le dijeron, ¿sabes qué? Vete a tu casita, vete a entrenar allá, me imagino porque que no te vamos a ademjar. Me imagino que hasta dejaron inactivas las tarjetas del hotel, ¿no? Para entrar y todo el rollo. <risa> oh, pues imagínate. Yo creo que sí, yo ya, ya no servían las tarjetas, se tuvieron que regresar así como estaban vestidos, ¿no? Pero ese es el tema de Cruz Azul. Y lo más grave es que estamos a escasos días de que inicie la Copa por México. O sea, el sábado tendría que jugar. Cruz Azul. Y digo, tendría que jugar porque no es segura su participación, porque si las autoridades en México le prohíben a Cruz Azul jugar, va a tener que declinar este torneo, el cual hubiera podido representar un buen, eh, un buen sinodal para los otros equipos, enfrentar a Cruz Azul, que había terminado en primer lugar el certamen pasado. Y siguiendo con la Liga MX, Renato Ibarra, el futbolista ecuatoriano que había golpeado a su esposa, salió a dar eh, una disculpa. Las primeras palabras de Renato Ibarra, ¿Cómo después de, de este asunto que tuvo con su mujer? Si el burbuja me ayuda con el audio número 4 Escuchemos lo que dijo Renato Ibarra. Quiero enviarle este mensaje a todas las mujeres, a la afición, al público en general. Si no lo he hecho antes es por porque me puse a pensar bien las cosas, a meditar todo lo que tenía que decir. Y pues también decirles, expresarles mis más sinceras disculpas eh, por lo que pasó aquella noche eh, donde hubo... Es una discusión verbal, más no una agresión física. Estoy eh, totalmente arrepentido de lo que pasó ese día y quiero pedirles de todo corazón una segunda oportunidad. Que Como ustedes saben bien y como me he manejado en la cancha, no he sido un tipo violento. Voy a trabajar para buscar ayuda, mejorar como persona. Voy a trabajar en pro de las mujeres para que sus derechos sean respetados y muchas gracias a, a la prensa para que pueda dar este mensaje a agradecerle a la afición al público en general por la privacidad que le han dado a Luceli y a mí muchas gracias y saludos bueno, las palabras de reconociendo Ibarra, ¿no? reconociendo ¿sí? reconociendo que se equivocó y es que me imagino que los directivos del América le dijeron pues Sal da una disculpa pública porque quieren integrarlo al equipo y ha recibido bastantes críticas de Sub América por dejar de trabajar a este hombre, de, de, de devolverle el trabajo, ¿no? Ya lo habían despedido, le regresan el trabajo. Y yo digo que pues, sí mereció una segunda oportunidad, se equivocó. Fue un tema que ya arregló con las autoridades, un tema que ya arregló con la esposa. La esposa retiró todos los cargos y aún así pues lo han criticado a este Renato Ibarra, que insisto, creo que sí se merece una segunda oportunidad viéndolo como ser humano. Y bueno, vamos a cerrar con el piloto. Adelante, Carlos. El futbolista argentino Carlos Tevez anunció... Que renovará su contrato con el Boca Juniors en Argentina, el Club de sus Amores, pero que además va a donar lo que le va a pagar Boca Juniors durante seis meses, todo su sueldo a una organización benéfica y para ayudar a la gente que está luchando contra el coronavirus en el país sudamericano. ¿Cuánto gana Carlos Tevez? 185 mil dólares al mes, por lo, uh -huh. que, lo tanto, en seis meses estaría donando 1.1 millones de dólares. Todo su sueldo, Carlos Tevez, dirigido. a la gente que está luchando contra el COVID-19. Oh, muy bueno, muy bueno. Dicen que por di por uno recibes 10, pues ojalá que así lo reciba. algo para acá. Así, sí, sí. <risa> gracias, Carlos Maciel. Nos escuchamos mañana. Dios mediante. Oye, muy amable. Claro que pero, sí, que tengo un excelente día. Pero, ¿para qué Carlos quiere tanto dinero? ¿Qué hace con, con esos 300 que gana al oh, año? Sí, ¿Cómo no? <risa> ¡Oh, cabrón! <sí. risa> oh, <risa> te digo. Gracias, <risa> oh, Sí Señoras, señores, ya. despídase, por favor, señor Burruja. Muchas gracias a toda la banda que estuvo pendiente el día de hoy del de show del Mandril que inició su semana escuchándonos. Muchas gracias. Esperemos contar eh, pues el día de mañana con su sintonía. Y muchas gracias. Ay, no Escuchamos mañana, Dios mediante, ¿eh? no se pierda, por favor, mañana, mañana, mañana. Así es, viva 103.1, cumbias y más, que es a quien le invitamos a que continúen la programación, pero mañana regresamos a partir de las seis de la mañana. Cuídese mucho, buen inicio de semana, desayune, almuerce, hombre. Póngase pila. Muy buenos días. Mi nombre es Ricardo Sánchez Mandres. Show del Madrid, el VIVA 103.1 Cumbia Cimar.